Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? 11 de la noche, 3 minutos en la República Argentina. Bienvenidos al podcast de Magic Kids. Empezamos con un poco de música y en instantes, el equipo completo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ジャンプ 私はああなたのために、あなたた Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? 11 de la noche, 6 minutos en la República Argentina. Bienvenidos al primer programa de radio en vivo de Magic Kids FM. Empezamos esta noche con una selección de temas de Dragon Ball. Por un lado, We Go t Power, después Chalazet Chalá y ahora Dandan, Dan, Kokoro y Kareteku. Es un placer estar con ustedes en la radio de Proyecto Magic Kids. En instantes, el equipo completo con el señor Diego Morales, Hernán Molina. Y Matías Salazar. Uf, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es a n t a l o n s Vamos a ir empezando muy tranquilamente. Les cuento que esta conexión es también vía Zoom, donde tenemos al, al resto del elenco. Ya van llegando mensajes de WhatsApp en el 1125364814. 1125364814 es nuestro teléfono. Y ya mismo le estoy dando la b i e n v e n i d a. A los amigos Diego Morales y el señor Hernán Molina, que yo creo que nos deben estar escuchando perfectamente.、Eh, ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Acá los estamos escuchando. ¿Cómo andan? A ver, estamos acá haciendo. Hola,、bueno, hola a todos. Muy, Ahí va. Muy bien. Buenas noches,、Ahí、chicos. Perfecto, ¿cómo hola, están? Hola, chicos, ¿cómo andan? Excelentemente bien. Falta Matías, que esté, que esté por acá.、Eh, bueno, un placer. ¿Ustedes e escuchan todo bien? Yo escucho todo bien, yo no sé si ustedes me escuchan a mí. Perfecto. Genial, buenísimo. ¿Diego? <risa> Diego está ahí viendo a ver de dónde, de dónde se conecta. <risa> sí, sí, sí, totalmente. Bueno, ¿cómo estás, Hernán? Tanto tiempo? ¿Todo a n t tiempo? t o o tranquilo? Todo tranquilo. Acá tengo que decir que cancelé planes justamente para estar hoy acá. Este rato con u s t e d Tenía muchas ganas de, de, de, de que hagamos esto, así que muy contento de. Aquí. ¿Qué suspendiste? Pues, pues, todos. ¿Cómo? ¿Qué suspe Contale a nuestro, nuestro respetable público. ¿Qué suspendiste hoy? Hoy tenía una salida con unos amigos, con los amigos de mi pareja en realidad.、Uh -huh. Y nada, le dije: No, no, no, no. Hoy tengo Magic. Así que me quedé acá. Igual está acá haciéndome el aguante. Está, está escuchando, así que acá estamos disfrutando. ¿Y dijiste hoy? O sea, ¿dijiste hoy tengo Magic directamente? Ah, sí. No, no hubo. <risa> No, no hubo mínimo intención de, de, de negociar. Claro.、Porque、hoy hay Magic y no hay otra. Muy bien, muy bien. Diego, estás por ahí, p e r lo perdimos para siempre. Espero que no. Diego. Sí, mal. Sí, mal. sí, no, no, no. Acá estoy, acá estoy estoy volviendo de juntarme con unos amigos. Y también estoy volviendo con alguien que amo, pero bueno, como no lo, no lo puedo decir todavía. Pero bueno, nada, me está soportando, me está cargando todo el tiempo. e l cero a n i m e es más tipo. Ay, no, no puedo decir nada porque me está pellizcando. Bueno, bueno, no se pellizquen bueno, nada, tanto. Estamos... Claro, no. Dejará que, que lo cuente cuando quiera. No lo olvides. Obligue.、No、obvio, obvio. Bueno, falta, no, este, falta Matías. Pero bueno, perdón, perdón. No, no interrumpo más. n o n o n o No, no, es que cuando es por Zoom pasan estas cosas, digo. Falta Matías Salazar que esté, en cualquier momento se conecta. El padre de este proyecto que está, no sé, yo me lo imagino comiendo pizza en este momento. Sí, sí, sí, o, o reiniciando el, el modem. Totalmente. Como muere el Mati. Total, totalmente.、Eh, no sé, igual esto es muy Mati, ¿eh? hacer esperar unos minutos para que lo, <risa> lo mejor llegue a lo último, así que vamos a esperarlo. Jejea, <risa> misterio. Misterio man, como con los artistas. Y es el minuto a minuto, ¿viste el rating? Totalmente. <risas> claro, la gente está especulando. Están todos en el mismo c a m i n e Ahora empieza a, a crear una historia en redes sociales. Nos hacemos virales de por qué Mati se, se m o d r ó por qué hubo internas. <risas> claro, claro. ¿Qué está pasando ahora? Que Mati entró más tarde. Claro, obvio. Sí, sí, sí. Me encanta. <risas> la, historia, la historia de los fans. Claro, sí, sí. t e Terrible. Eh, Chicos, s p o d e m o s ver los chats? ¿o ¿Cómo o es esto? Sí, ¿Sentí? les cuento cómo es la movida. Porque por un tema técnico, nosotros íbamos a salir por Twitch, pero、sí. eh, estamos acá con este tema. Estamos intentando salir de la mejor manera posible por la app de Magic Kids FM y también por el sitio portal2.wordpress.com. Lo que pido que me expliquen es si hay oyentes ahí, que me digan en todo caso en el chat que está en, el mismo, en la misma página, que nos indiquen o al 11 25 36 36 4814, si estamos saliendo correctamente. Yo aprovecho brevemente, le mando un saludo enorme al amigo del proyecto Juan Cruz Hendrickson, que nada, que siempre nos, nos banca con lo mejor y que. que... Que siempre nos manda saludos, no solo él, sino también por intermedio de quienes son los, los Anisingers más conocidos. Así que de acá prometí que lo iba a saludar y así lo estoy haciendo.、Eh, sí, el chat está ya listo en la misma página que es portal2.wordpress.com. Ahí escuchen también la radio y también lo pueden hacer por la app eh, eh, que está para descargar de forma gratuita para sistemas Android. ¿sí? En el chat por ahora. ¿Cómo、no、se llama la app, Santi? La app la buscas como Radio Magic Kids y aparece el icono,、eh, la descargas y ahí estamos. Muy bien. Directamente. Qué, copada una, qué copado tener la app de la radio más chiquita en tu celular. O sea, me encanta. Claro, yo la tengo por acá este, pero como retorno. No, es que es hermoso. Es hermoso. Aparte, vos escuchás música que no escuchás en ninguna radio. Bueno, la escuchás acá. Te mono. Aparte, no sé si, si siguen pasando lo mismo, pero recuerdo el año pasado que te manda, mandábamos como identificadores. Ahí en el medio de, o sea, el sonido del identificador era genial, porque estás escuchando el opening de Dragon Ball Z y en el medio, cuando terminaba, te mandaban el identificador del valle, que era genial. Sí, sí, eso sigue pasando. Lo seguimos teniendo.、Genial. Y sí, sí, por supuesto que sigue, que sigue estando.、Eh, la idea es sumar más promos. Por un tema de recorte de tiempo no lo estamos pudiendo hacer, pero la idea es sumar más eso, ¿no?、Eh, y es algo parecido en parte a lo que pasaba con el Magic, ¿no? Yo recuerdo que en su momento, Magic fue un canal que además de ver series como, qué sé yo, Dragon Ball Z, Beta X, Las guerreras mágicas y, y demás, era un canal que cuando había algo que no me gustaba tanto, aún lo dejaba de fondo. Tenía una cosa medio como de, de, de hincha del canal. Me parece que el ejemplo claro es Cocomiel. O sea, sabía que no gustaba s a b í a y te lo dejaba igual. Y a los capítulos igual te lo terminaba sabiendo, s ¿no? Por default. Pero Cocomiel me parece que viene por ese lado, justamente. Que sabía que no gustaban y te lo mandaban, pero hasta la madrugada. Sí, como lo mismo que con Mr. Go, por ejemplo. También. También con Mr. Go. Bueno, hubo varios cortos. Oscar and Friends, que fue el del 99. Diego. Sí. Eh, sí, Diego va a decir algo. Diego, no sé si lo perdemos. Y pasa que Diego anda, anda en movimiento. Anda en movimiento. Pero sí, después, bueno,、eh, cuando Magic empezó a cambiar todo, bueno, volvió、eh, Mr. Go. Y después siguió este nuevo s o t a y e r n o c que no tuvo mucho éxito. Pero los clásicos de Magic que todos odiaban y que nadie. Y que igual a uno sí lo dejaban, es bueno, Coco Miel, Mr. Go. Eh, la puerta del sótano, claro. Yo、ese、recuerdo uno que Matías lo tiene, no lo tengo yo entre las cintas, sino que lo tiene Matías. Que、eh, era uno que. Wild Wild World. Que yo recuerdo solo uno. Que era un documental.、Uh, de que, los animales. Ese mismo. Que era un documental de, qué sé yo, 5 minutos. Que, que estaba、sí. muy bueno.、Eh, que decía Living in a Wild Wild World. Que,、bueno. es, eh, que es uno de los menos recordados. Sí,、eh, ese pasa que se, se pasó como en un momento muy particular. No fue que se pasó, por ejemplo,、no、sé, durante toda la primera etapa, que son los primeros dos años,、eh, sino que se pasó tipo de, de, un, mes, de un mes a,、no、sé, a cinco meses.、Ponele. Se pasaba en un momento muy particular, por eso quizás no es tan conocido. Pero sí, en un momento pasó a ser como el, como el corto entre programa y programa y se o sea, sería como el, el cocomiel de ese momento.、Claro. Pero estaba muy bueno. Yo siempre quise saber dónde se dobló Coco Miel. Mira, no tengo el dato exacto, pero seguramente que en México no fue.、Eh, tengo mis dudas si en realidad no fue un doblaje que se hizo en Shankilandia, como le hace otros animes, que, que lo, nosotros lo vimos en español, porque el doblaje no era ni siquiera latinoamericano, sino era estadounidense, como、eh, Detective Conan,、eh, Escaflón también. Eh, creo que Cocopiel también se habrá doblado en alguno de estos países medios raros que no entendían ni siquiera nuestra tonada <ríe> y hacían lo que podían. Sí, eso se le llamaba doblaje angelino porque era un doblaje que se hacía en Los Ángeles. Es decir, las series este, tipo Detective Conan, Las Guerreras Mágicas, Beta, Beta X, X.、Eh, y, y, y Virtua Fighter también. Se doblaban en Los Ángeles con actores mexicanos y venezolanos、eh, y tenían una cosa de acento un, un poco raro también, ¿no? Pero ¿qué pasa? La productora TMS, la empresa que ordenaba el doblaje de las series, les pedía a los traductores que doblen los nombres de los personajes, pero con nombres hispanoparlantes. Onda que, por ejemplo, ¿alguien sabe cómo se llama Marlon de Quevedo? Se llama Tepe y t a c a m i l l a Peyta k a m i l l a Bueno, eh, Conan, eh, que era. s h i n i c h i es en japonés. Shinichi Kudo. Le pusieron Bobby Jackson.、Claro. Bobby Jackson. <risa> Hiper sangriento. De sea, terrible. Después, por ejemplo, el, hay un detective que se llama Heishi Hattori, que le pusieron como cuatro nombres, de los cuales uno era Alfredo Adame. Uno de los nombres más chotos para un personaje que es japonés, además, ¿no? <risa> Claro, no, no, no. Ahí es como que le mata a toda la cultura, y realmente cuando pasa eso es que estás haciendo realmente una versión distinta a la original. Porque está esto, ¿no? De la versión original, que es la japonesa, y luego la doblada, que generalmente suele ser en México, n o n、no, d e tenés la, la versión en español, que es otra versión distinta a la japonesa, pero a eso se le, a, ahí se le dice si es fiel o no a, a la original japonesa, ¿no? Pero es otra versión. Entonces cuando pasa esto, ¿no? De que no solamente e q u son voces distintas. Eh, los personajes también puedes llegar a cambiar según el tono de voz y el nombre que le das. Entonces, ahí traigo de que Conan o todas estas series que se hicieron en Los Ángeles, como decís vos, Sandy,、eh, son una versión totalmente distinta a la japonesa. Ni siquiera es una versión cercana a una mexicana que se pudiera haber hecho. Totalmente. Yo,、eh, hay otras series que también se doblaron, pero que no llegaron a Magic. Una es, por ejemplo, una muy buena que ahora está para ver en Pluto TV, que es Ojos de Gato, Cat's Eye, que es una serie de como casi 80 capítulos, que se dobló también en Los Ángeles con el equipo mismo de Detective Conan y demás, donde ya directamente lo que hicieron fue doblarlo, ya no solamente para Latinoamérica, sino también para España. Entonces vos escuchás personajes con tonada latina diciendo, os habéis equivocado, claro, porque querían ahorrar costos y que se escuche y que se vea en los dos países, cosa que terminó pasando. Por favor, hoy sabéis equivocado. Claro, vos agarras, por ejemplo, Ojos de Gato. Ojos de Gato se, se dobló en, en, en Los Ángeles, ¿no? Con ese mismo equipo. Pero la orden para ellos fue que se doble con, la, con el tono latinoamericano, pero con algunos modismos españoles. Onda que para ahorrar costos se vea en los dos lugares sin garpar dos equipos de doblaje. Pero, pero bueno, igual yo soy un convencido que las series como Las guerreras mágicas, como Beta X, como Detective Conan, a u n cuando un doblaje horrible en cuanto a los nombres, las voces no me parecieron que estuviesen mal. Eran tan buenos que aún así, con un doblaje choto, se podía n sostener perfectamente. Exacto, sí, sí, concuerdo 100% en donde ahí. Imagínate si con un doblaje de mierda, como lo tuvo, fueron un éxito. Imagínate si hubiesen tenido un, un doblaje como, qué sé yo, no sé, como Dragon Ball Z, un doblaje como, como Inuyaya, ponele que la, la, la verdad que en el laburo, después me gustaría que hablemos de eso, pero el laburo que hicieron posta en esos doblajes、eh, fue increíble. Y si, si lo hubiesen hecho con. Con, con ese profesionalismo, digamos, hubiese sido, pero puf, alta serie. Completamente, sí. sí. El caso de Conan es raro porque, por ejemplo, en Magic solamente se pasaron 55 capítulos. Después, por supuesto, el equipo de doblaje de, de Los Ángeles creo que dobló hasta, hasta el capítulo 100. 124. 124, muy 124. bien. 124. Excelente.、Sí. Pero, ¿qué pasa? El canal ETCTV de Chile, que es como Magic Kids de allá, lo que hizo directamente fue no solamente comprar más capítulos, sino también mandarlos a doblar en Chile. Con ya un doblaje un poco más fiel y unos nombres más fieles. Yo no vi capítulos así, yo ya los vi subtitulados. Pero hay más archivo de Conan disponible que nosotros no vimos, ¿no? No, claro. Acá solamente. Es más, mira, imagínate. Bueno, ahí hay otra cosa que también vamos a tocar: de que todo lo que, lo que llegaba acá, obviamente por las manos de Magic, el canal no, no tiene ni la más pálida idea de lo que estaba pasando.、Claro. Entonces, de repente te encontrabas con Conan. Que te decían, sí, tenemos la serie completa, te decían, ¿viste? Porque se habían comprado el primer bloque de 64 capítulos cuando en Japón la serie todavía continuaba, ya tenía como tres películas y hasta el día de hoy sigue vigente la serie, ¿no? Pero、um, ahí tenés eso, como te decía, de, de, de que el Magic más o menos no sabía lo que se estaba pasando y pensó que tenía los 64 capítulos cuando después, en el 2002, se enteró. De que, tenía, de que ya había disponible 64 capítulos más para, para, para emitir, ya Magic no tenía la misma fuerza ni en pedo podía llegar a pagar ni siquiera pasar la serie para toda Latinoamérica, ni pensaba comprar nuevos capítulos. Completamente.、Eh, Lo saludo a Matías Salazar, que acá debe estar ya conectado con nosotros. Mati, ¿cómo estás, viejo? ¿Todo bien? Hola, buenas noches a todos. Perdón por、sí. llegar tarde, es que hubo mucho tráfico y pude llegar. <risa> ¿De dónde venís? ¿De dónde venís? Vengo desde la desgracia del no me conecta al internet y bueno, ahora sí pude. Muy bien, muy bien. Bueno, no, estábamos hablando, Mati, del de doblaje angelino. Ese, ese doblaje que tuvieron series como、eh, Detective Conan, Beta X, Las Guerreras Mágicas, Virtua Fighter, que era un doblaje con los nombres hispanoparlantes para personajes japoneses, ¿no? Sí, sí, sí, lo conozco.、Eh, pero bueno, pese a eso funcionaba perfecto.、Eh, Diego, ¿estás por ahí? Sí. Estoy acá, sí. Bueno, Santi, Diego fue el, el que organizó de alguna manera el temario de las diferentes cuestiones para charlar el día de hoy. Yo quiero también mandarle un saludo porque el chat está funcionando. Vos tenés, por ejemplo, a este David, que dice Carlos Guzmán, por la referencia del de e nombre Kogoro Mouri, que es el nombre que le ponen al detective de la serie.、Eh, dice, por ejemplo, acá Jesús Jackson TV. Eh, hablen de los redoblajes que se están haciendo de películas icónicas de los 80 y 90 que vimos en la tele de los 92 mil y ahora están redoblando para relanzarlas en Blu-ray o plataformas.、Eh, sí, algo sabía. No estoy tan en tema, querido Jesús, pero algo sabía del, del asunto. Mándanos algún link o algo de alguna noticia para saber cuáles son y lo hablamos. Totalmente.、Eh, sí. Yo le quiero pasar la pelota a Diego, porque Diego armó un hermoso temario para ordenar los temas de los cuales se quería hablar hoy. Y Diego tiene un listado, y yo quiero apegarme a ese listado. Diego, ¿qué tenés por hoy? Bueno, muchas gracias, Santi. Bueno, vamos a empezar con por ahí el tema más polémico.、Eh, en Argentina se trató y se aprobó la ley del etiquetado de etiquetado,、eh, que es más o menos la misma ley que ya se trató en Uruguay, en Perú, en México. Y si no me equivoco, e n Chile también.、Eh, q u Esta e ley es diferente a la ley、eh, europea, de la Unión Europea, que、eh, lo que hace, entre otras cosas, es, además de avisar a la gente en octógonos negros, en el paquete frontal,、eh, de cuántas、eh, calorías tiene、eh, el, el producto, este, prohíbe a todos los、eh, todos los productos que son hechos para chicos、eh, tener, entre otras cosas, m á s Se le cortó a Diego. Se le cortó、ah, a Diego. ¿qué? ¿Sí? Ups, lo p e r d i m o s de vuelta. Se fue Diego, También... che. También que venía e la puta madre. Sí, porque、Perdón. también lo que estaba pasando era que este, en, la, en la página de Magic había gente preguntándonos qué opinábamos、eh, vía privada del、eh, etiquetado, pero también no solo por el tema de la información nutricional, sino también por la eliminación、eh, del... de personajes de los, de, de, por ejemplo, la caja de cereales, de las golosinas, muchas golosinas que además <coughs> pautaban en su momento en Magic, ¿no? Y son golosinas con las cuales crecimos. Vamos a decir algunas marcas, por ejemplo, qué sé yo, Bananita Dolca. El Kinder Sorpresa, la s Azucarita, s el, el, el Tigre. Vamos, y todo eso se va la miércoles. g o l o s i n a ¿no? Pero por ejemplo, hoy también, que algo que、sí. vino desde antes incluso de la ley de etiquetados, sino,、eh, vamos a decirlo así, ¿no? La negra que laburaba en Blanca Flor. Que también se、sí, sí, sí. sí, quedó sin trabajo. Fue, fue, fue la primera la que、Nicolás. desapareció, sí, sí. pobre. Fue la primera que voló, ¿viste? Y, y es, como, es como una media contradicción. Es como. s e <ríe> o sea, la sacás porque no querés. De que se, no sé, como la trata de personas, o no sé, de lo que se hablaba, lo que intentaron explicar con esa,、sí. con, con esa explicación de sacarla, ¿no? O del trabajo esclavo, pero a su vez también la, la discriminás por sacarla,、eh, por sacarla, la terminás discriminando, perdón, entonces estás ahí como en ese limbo ahí de qué onda. Sí, totalmente. O sea, pareciera que la solución fue directamente invisibilizar, ¿no? Lo cual me parece que tampoco sí, sí, aporta o sea, demasiado. Yo... Justamente invisibilizás、eh, cualquier causa. Ay, perdón. No, sí, s í s e escucha? Sí, sí. Yo, este. Ay, perdón. ¿Se escucha? Sí, sí. sí, sí. Este, si vos i n v i s i b i l i z a s ya sea este personaje que de, de color o lo que sea, es como que vos estás、eh, entrando en esa contradicción de que termina como desapareciendo, porque no hay otra figura que ocupe ese lugar de representación. Exacto.、Sí. Yo creo que en realidad, si lo que vos justamente querés, como entre comillas, n o como visibilizar lo normal, a ver, ya hablar de algo normal es totalmente ambiguo, desde el vamos. Pero si tu intención desde, re, desde una mente retrógrada, que es imponer de que eso es algo normal, lo normalizás dejándolo para que la gente lo vea, exponiéndolo, no sacándolo para en realidad defender, o en realidad intentar defendiendo esa parte de la sociedad,、eh, digamos, como sacándola para que no sea、eh, explotada, digamos, al contrario, es como que la anulás, como que la haces desaparecer. Totalmente, y aparte, o sea, yo creo que nuestra generación. O sea, salvo alguna gente、eh, que, bueno, que lamentablemente no tiene educación. O sea, nosotros somos bastante, creo yo, bah, no sé, yo nunca, nunca me crié con, no sé, familia o padres que te digan, ay, este, esa persona es negra, hay que reírse de ella, o esa persona es negra, entonces tiene que ser. Bueno, sí, hay frases igual, que están como en el inconsciente colectivo, como trabajé como un negro, por ejemplo, pero,、Exacto. o sea, creo, creo que hay casos y casos, o sea. Eh, hace poco se conoció un caso, una, un incidente en un programa de estos este, de la tarde、eh, con Anamá Ferreira y este,、mm. eh, esta mujer,、sí. eh, Adriana Aguirre, que ella le dijo: Cállate, mono, le dijo. Y obviamente, o sea,、eh, Adriana Aguirre, o sea, no lo dijo inocentemente, o sea, ella conscientemente lo utilizó peyorativamente, lo de que Anamá es negra, o sea, diciéndole, o、claro, Y、bueno, entiende mono, que decirle、mono". negra, y entiende que decirle negra. Es un insulto. En ese caso ¿En es un de... insulto, por eso. Entonces, ese tipo de casos son los que en realidad sí deberíamos este, tomar conciencia, pero digamos, no es la normalidad. La gente no va por la vida este, matando y golpeando a la gente. O sea, bueno, excepto, excepto excepciones como esa, no es el 90% de la gente. No somos tan salvajes. Total. Sí, pero, pero creo también que también esto... que. No, perdón, perdón. No, no. Sí, sí d i g o sí. No, que creo que esto en realidad es un extremo y no, o sea, muchas veces se terminan tomando estas este, decisiones、eh, como para supuestamente ayudar a un grupo y en realidad quizá ni siquiera nadie de ese grupo se, se nombró, o sea, se, mejor dicho, se hizo visible como para decir,、eh, la verdad, esta representación me molesta. Por ejemplo, este caso me parece que es uno de esos. Porque se hizo como en nombre de para no este, molestar a, a todos los este, descendientes afroamericanos. Pero no hubo nadie que dijera con una bandera diciendo nosotros somos de tal organismo, diciendo que esto para nosotros es ofensivo. O sea, fue una decisión como a t r a r i a y políticamente correcta desde una mirada puntual, no desde todas las miradas. ¿Podrías m o hablar sobre una eso, decisión política? Y podría. Yo creo. Mira, esto es como la denuncia de, del de maestro Rossi. O sea, a mí me parece que es una cuestión que no, no estaba en agenda y que quizás. No tenía mucho que ver con lo que sucedía en sí. O sea, todos sabemos que el maestro Roshi es, ya lo hablamos en el otro programa, pero digo, este, lo que hace está mal, pero está claro que está mal en el programa. No es que el programa lo esté fomentando.、Claro. O sea, vos estás visibilizando una situación de acoso. O sea, además, si vos la eliminás. Perdón, sí. No, no, iba, iba a agregar, digo, me, me parece importante esto de además de, de entender nosotros como cultura, como sociedad, de que. Ese dibujo o esa, esa trama en realidad viene de una cultura 360 grados distinta a la nuestra. O sea, viene de una cultura en donde eso vos lo ves en la tele, pero no es algo que pasa en su realidad. Los japoneses juegan mucho con la violencia, juegan mucho con, con justamente con, con estas situaciones que a nosotros nos desagradan, pero para ellos es un chiste, pero porque no pasa en su sociedad. O sea, no son cosas que suceden. Entonces nosotros. Eh, eh, este tipo de cultura, digamos, no tenemos la, la capacidad de entender que eso viene de otra cultura totalmente distinta a la nuestra y no es lo que quería de, de, de mostrar el dibujito. El dibujito no quería mostrar en realidad de que se estaba riendo de eso o de que un adulto lo estaba permitiendo, sino que era como una situación de que para ellos les parece graciosa o que, si querés, en todo caso, Un、eh, todo alrededor adulto que le estaban diciendo al maestro Roger que eso. No estaba bien, porque todos, los, todos en t r a b a n c o s e t a le dicen al maestro Roshi, nunca defendieron eso.、Eh, me parece que a, también nosotros, para llegar a juzgar eso, nos faltaba un montón para aprender. Hay que tener hay q u en t e e en r cuenta que la sociedad japonesa, en lo que es eh, eh, eso, términos de, de lo que. Como nosotros lo vimos así, como al maestro Roger, así muy pervertido, y a nosotros se nos da vuelta a los ojos y decimos: ¿Qué carajo es esto?、Eh, ellos, para ellos, la violencia, la sangre, la perversión y todo ese tipo de cosas, para ellos es ficción. Ellos tienen muy en claro que、Exacto. eso es ficción, mientras que acá en nuestro país lamentablemente pasa y es algo de todos los días. Y, y eso, verlo plasmado en un dibujo animado y no conocerlo, hace que se enciendan todas las alarmas y genere un cierto escándalo, ¿no? Exacto. Por decirlo así.、Yo、lo llevo a un ejemplo más claro, pero al revés. Imagínate llevar <ríe> inflación a Japón, por ejemplo, ¿no? Es como, para ellos es como, no, ¿cómo? O sea, no les entra en la cabeza lo que es la inflación y para nosotros es algo cotidiano de todos los días y vivimos y crecemos con eso, ¿no? Quiero llevarlo como algo más actual, algo que está más cerca de, de nosotros, algo que nosotros reputiamos con él si querés, pero es algo que está todos los días: el, que, que el país, mal l l a m a d sigue avanzando y demás. Algo instalado en nuestra sociedad que lo, lo naturalizas, aunque no está bien para ellos, aunque no está bien, lo naturalizan, pero porque tienen en claro el juego. Completamente, completamente. Che, tengo mensajes justamente sobre este tema, que además tiene que ver con la eliminación de personajes icónicos. De los paquetes, acá por ejemplo dice Jesús Jackson. Hablen de los doblajes, ya lo leímos. Dice: Yo me pregunto, en lugar de hacer doblajes de películas, ¿por qué no usan las cintas maestras con los odios de esos doblajes?、Eh, ¿Habrá u n a ley onda que los doblajes originales caduquen y deben ser realizados por actores nuevos para generar trabajo? Ya buscaré algún link. Dice David: Jaja, ese tema. De la ley de etiquetado lo hablé en el laburo, perdón, qué pelotudes. Con el tema del octógono, me parece que sí, como personas con cerebro, precisamos que a todo le pongamos un cartelito de advertencia. Bueno, estamos perdidos. No sabemos que una manzana es mejor que un pedazo de torta. Además, el nuevo empaquetado nos lo van a cobrar todos. Eso no va a ser gratis. Acá Alejandro Mendoza manda mensaje desde Córdoba. Y también、eh, más mensajes. Encima, muchos productos que llevan animaciones van a tener que utilizar otra cosa. Yo no me imagino sus caritas sin el tigre de Kellogg's, por ejemplo. David dice: A ver, por el tema de Dragon Ball. En m a e s t r o Roger, era un degenerado, en mi puta vida había alguien, un, un pibe tocándole el culo a una mina en, re, en relación a Dragon Ball. Es más,、claro. todos los pibes hacen el kamehameha siempre.、Eh, dice: Son、sí. todos movimientos de moda, como los que dicen Día de las Infancias, cuando la palabra infancia no existe. Infancia no es sinónimo de niño. Este es un periodo de la vida, dice por acá. Bueno, esto, Jesús Jackson.、Eh, sí. sí, digamos. Ahí los... hay varios puntos,、sí. ¿no, Santi? Sí, ¿cuáles? Adelante. No, por ejemplo, este que,、eh, que recién comentaba del tema de l etiquetado, de no saber diferenciar lo que es una manzana y una torta, claramente se diferencia y se sabe, pero hay que tener en cuenta que vivimos en una. De, en una En una sociedad en donde todos v a m o s a entender por todo, ¿no? O sea, yo entiendo que esto es así, entonces mi entender es que todo el resto de la sociedad lo entiende así, ¿no? Entonces, si yo entiendo que una manzana es diferente en calorías a una, a una torta, no quiere decir que mi compañero de al lado, que v i v e acá a la vuelta, lo entienda de la misma persona.、Porque、una cosa es lo que se entiende y otra cosa es lo que la persona realmente entiende. No sé si me explico en la diferencia. Totalmente. Sí, sí, sí, sí. Bien, entonces es ahí en donde es importante aclarar, decir, che, mira, esto tiene m u c h a azúcar, esto tiene mucha grasa. Después queda en vos, como siempre, como en todo, en poder elegir, che, yo teniendo esta información, sabiendo que tiene grasa, que tiene azúcar, que tiene esto, que tiene lo otro, que puede ser perjudicial para mi salud, yo lo elijo igual, porque es una elección mía. Muy distinta sería a que, entre comillas, te obliguen a comer eso por. Esconderte la información y después te termines muriendo de un coma de hambre. Lo que yo no entiendo es entonces qué va a pasar publicitariamente con las empresas que quieren pautar, por ejemplo, en、eh, o canales para chicos o señales de animación. Porque, por ejemplo, claro, digamos, sin el, el, el, el tigre de Kellogg o sin los personajes icónicos, va a ser difícil atraer a los chicos.、Eh... Sí, eso no lo entiendo porque no sé si alguien por ahí lo entiende me lo puede explicar porque la verdad que desconozco. El por qué de sacar a las figuras, de entre comillas, no obvio, de las marcas. Claro. Pienso que eso eso、sí. es algo que, yo pienso que esto es algo que、eh, había empezado, creo que México fue, fueron los primeros en impulsar esto de, de sacar a las mascotas de, de, de los productos, ¿no? Los productos de consumo.、Eh, esto fue hace, creo que un par de años, me parece, ¿no? Que se rumoreaba que el osito de bimbo ya no iba a estar más, y resultó sí, ser que、no. esto aplicaba en todo. En todo.、Claro. México fue el primero, y después、eh, fue siguiendo en otros países. Claro, sí. Tiene que ver mucho con esto también de, de que se van dando estos primeros cambios en, entre comillas, las grandes potencias, ponerle de alguna manera, del continente latinoamericano, ¿no? Porque primero arrancó en México, después vinimos nosotros. En Brasil también se está viendo, pero a diferencia de Chile, que Chile está como medio ahí siempre en el rincón, no por, por, por creer que somos más que los chilenos ni nada, sino de que Chile siempre es como la cuarta p o r t a c i a por decirlo de alguna manera, de, de Latinoamérica. Todavía se sigue viendo. Yo veo un canal chileno acá y todavía hay, hay marcas、eh, con. ¿Cómo se llama esto? Con, con los animales. Pero hay algo que me llama mucho la atención de una propaganda chilena, ahora que lo traes, Mati. De un o que muestran que venden nuggets de pollo y demás. Bueno, en la portada está el, el, el pollo, Leo, no sé qué es. Pero en la publicidad al chico le dice son muy ricas y además, son,、eh, además no tiene etiquetas. v i s t e Cuando muestran el empaque muestra que no tenía realmente una, ninguna etiqueta. Entonces en Chile también se está viendo esto de, de ponerle las etiquetas de tipo、eh, alto en grasa,、eh, alimento frito, ¿no? no sé cómo decirlo, ¿no? Pero、eh, en Chile sí se está viendo el tema de, del, teem, de, del contenido del paquete, pero no de las marcas, o sea, del tipo de p u b l i c、claro. i d a d que hacen. Lo, lo que pasa es que, a ver, esta ley, que aparentemente es la misma ley que se aplicó en otros países,、eh, tiene como esta consigna de que si, su, si vos pasás la cantidad de azúcares o de, o de calorías、eh, en el paquete, a parti, o sea, si no, si ponen, no sé, ten, el límite es 100,、eh, no sé. 100 gramos de azúcar, qué sé yo, no sé cómo medirlo. Y vos tenés, el paquete tiene 99 gramos, ahí puedes、eh, pues, eh, publicar el paquete sin los rombos negros. Ahora, si vos pasás ese límite, ahí a partir de ahí aparecen los rombos negros.、Mm -hmm. este, y, mucha, y muchas marcas lo que hicieron en México es, por ejemplo,、eh, no sé, qué sé yo, las galletitas,、no、sé, unas galletitas bimbo. Antes el paquete era tipo de color y tenía el osito. Bueno, ahora no hay osito, es transparente. Y en vez de venir,、eh, no sé, diez galletitas, vienen c u a t r o o vienen dos. Y por ejemplo, no sé, otra cosa que, que sí escuché, que lo escuché en, en otro s podcast, s、eh, en Perú, cuando se empezó a aplicar esto antes de la pandemia, o creo que en el 2019, tipo, fue justito antes, poquito antes, este, este había un chico que llamó a, a este podcast y contaba que había trabajado、eh, trabajaba en una en en una empresa que hacía chocolate. Y esa empresa, bueno, era pequeña. Entonces, como a partir de que sucedió, o sea, que se aprobó esta ley, la gente empezó a tomar más conciencia. Y durante la pandemia, como que se deprimió el consumo, no solamente por la cuestión económica, sino también por una cuestión de que elegían más con, con qué, qué comprar y qué no, y la empresa cerró. Tendría que chequear ahora el, el dato para decir puntualmente qué nombre es, pero igual es una, una empresa de ahí. O sea, esto yo creo que le va a pegar a los menos, a, los, a, las, a las pymes, a las pequeñas pymes, porque los más grandes se van a, se, se adecuan rápido. O sea, es como un, o sea, en ese sentido es un problema. Después, qué sé yo, podemos también e s hablar de、eh, si la gente ya antes veía la, las, este, ¿cómo se llama? La, eh, eh, ¿La, la pirámide nutrición. Claro. Claro, o sea, perdón. No, que,、okay. no, d e c í、sí, d e c、sí. i No, no, no, digo、eh, eso, digo, de que la gente quizás no, no, no se ponía a mirar el tema de la, de, de la información nutricional, a menos de que se lo pongas bien enfrente en la cara, como che, mirá, tiene esto en realidad. Que en realidad ya algunos productos ya lo estaban haciendo, o sea,、eh, yo tendría, ahora tendría que ver qué productos, pero, o sea, ya eso se estaba estandarizando, solamente que no tenía colores, como por ejemplo en, en Europa. En Europa es esa misma pirámide, pero tiene colores, y no tenés ninguna restricción para poner. Eh, un personaje, una caricatura o lo que sea, o hacer publicidad. Esta ley, además, no te deja poner, este, o sea, además de que no te, no te deja poner este, mascotas, no te deja hacer promociones tipo las tapitas. s acuerdan de lo de las promociones de Coca-Cola? Sí, sí. Bueno, y canjeabas por un vaso, bueno, se, no, no, eso no se va a poder hacer. Este, ya no van a poder este, promocionar en eventos deportivos, ni tampoco a, a hacer publicidad. Eh, así que calculo que ya, o sea, en este caso, este tipo de ley ya te prohibiría hacer una publicidad de, este, no sé, sucaritas, en,、eh, ya sea un PNT en un programa o lo que sea, no sé, o Serenito, por ejemplo. Me acuerdo de, justo hoy estábamos viendo bloopers de, de chiquititas Y de 2006 y ellos siempre tipo tiraban chivos de Serenito, de qué sé yo, y o sea, eso ya no va a existir más, o ¿Mierda? sea, eso ya no se va a poder hacer más. Disculpame、sí. que te corte un segundo, porque、eh, vamos a hacer un corte, porque Suma K nos hace reiniciar la sesión.、Eh, vamos a hacer lo siguiente: vamos a pasar un poquito de música y vamos con la segunda parte.、Eh, así nos actualizamos, ¿les parece? Y ya arrancamos、Excelente. con el siguiente.、Dale. Me encanta. Muy bien, ya venimos.、Perfecto. Estamos aquí en Magic Kids FM compartiendo acá diferentes este, impresiones. Llegan mensajes acá, por ejemplo, de.、Eh, dice David, es la contraparte sobre el tema de cigarrillos y lo que te causa. Dice Jesús Jackson, para mí es mucho más grave lo de ciertos alimentos que nos, que nos los venden como alimento a base de leche. Y te lo venden como leche o alimento a base de polvo de café y lo venden como café. Sobre el otro, dice.、Eh, Por culpa de estos movimientos de moda, exterminaron el humor de las películas. No hay humor si no m i r e n a varaz, si lo quieren bajar como sea. Lo único que hay de humor en la TV, por el octógono, pregunta: ¿será una pegatina o tiene que ir impresa en el paquete? Es como que digan que Mickey Mouse no puede aparecer más con figura de Disney porque si no. ¿Qué dice acá? Ah, ok, perfecto.、Eh, ¿Por q u e no es lo mismo? Ah, porque la compañía madre hace películas de acción con violencia. Ok, perfecto. Bueno, este, amigos, en instantes. Estamos de vuelta con mucho más、eh, Magic Kids. Vamos a escuchar un poco de música en instantes. Venimos. Estamos en la app de Magic Kids FM, también a través de portal2.wordpress.com.、Eh, y en el chat que está también en la pestaña de portal2.wordpress.com. Ahora escuchamos un tema que conocemos muchísimo: el tema de Detective Conan, amigas y amigos. El ending, step by step: 11 de la noche, 41 minutos. Tenemos el WhatsApp 1125364814. Hermosa noche aquí en la Argentina, en Buenos Aires. Con eso, ¿qué es n a t h a Te gusta. Ya venimos. animados japoneses super producciones series para coleccionar el club del anime comenzamos un nuevo ciclo y vamos a mostrar t e todo lo nuevo en el sorprendente mundo del anime el club del anime acá en m a g u e t t e algo grande para los chicos las calles de la ciudad están protegidas por street shark Disfrutad e estas divertidísimas aventuras llenas de colmillos, mordicores y muchísimo humor. Acá, por supuesto, en m a g i q u e Déjanos tu mensaje de WhatsApp 11 25 36 48 14 11 25 36 48 14 Magic Kids FM Crecimos con vos 10 minutos para que sean las 12 de la noche, 10 minutos para la llegada del nuevo día. Y aquí estamos, hasta que esto no termine, nos vamos a quedar compartiendo mucha música y algunos comentarios con nuestros amigos de Proyecto Magic Kids. Aquí estamos, amigos, reviviendo la nostalgia con este grupo maravilloso de personas. Lo que suena ahora es e Scaflon, Mystic Eyes, antes era、eh, Step by Step de Detective Conan. Tenemos el WhatsApp: 112536. 4814, ese es el teléfono que tenemos para recibir mensajes. En un instante revisamos absolutamente todo. Y acá se van sumando Hernán Molina, Matías Salazar, Diego Morales, quienes habla Santiago Alonso. Y tenemos la hoja de ruta con la que Diego nos guía en esta transmisión que la escuchan a través de Magic Kids FM. Antes era ley de etiquetado, los diferentes personajes icónicos de la infancia que desaparecen. Y hay muchos más también para ir charlando esta noche. Diego, ¿estás ahí? Acá estoy, Santi. Sí,、eh, no podemos evitar no recordar、eh, al conejo de Nesquik, Este... que hace décadas que sigue, bueno, que aparecía n todas las publicidades y, bueno, bueno, nunca más va a poder hacerlo, por lo menos en Argentina y en algunos países espe en específico. Y después, nada, también quería acotar algo que me parece que es muy importante:、eh, el icono de, de Coca-Cola. Siempre fue, desde los primeros comienzos,、eh, el Santa Claus, el Papá Noel. Claro. Bueno, Coca-Cola tiene mucho exceso de azúcar, mucho exceso de todo. Y yo estaría pensando que ya estas Navidades, esta sería la primera Navidad que no vamos a tener más al Papá Noel en teoría, ¿no?、Si、en teoría. Coca-Cola cumple, entra dentro del, del reglamento, este, estaría, no estaría Papá Noel en, en, en los envases de Coca-Cola.、Wow. Sería rarísimo, ¿no? Sí, la verdad que no me había puesto a pensar en eso, pero sí, sí, la verdad que sería、eh, muy raro. Y es cierto que hoy, q u esta e Navidad no estaría. Totalmente, totalmente. Lo, perdón, perdón. Lo mismo también en、eh, los, los eh, paquetes de Mantecol, por ejemplo. No sé si en Mantecol también lo ponían.、Ah, sí. Estamos diciendo marcas, pero no importa. Este, pero digamos, <risa>、eh, va a ser raro no verlos.、Pasa、¿Cómo、claro. sería? Perdón, p e r d ó n Y en, ay, pará, y en Pascuas, ¿viste el conejo de Pascuas de a r c o r por ejemplo? ¿No estaría? O a sea que no como, se van a poder para... hacer más conejo de Pascua? Claro, sería. Desaparece como... el concepto de conejo de Pascua. Sí, la,、claro. la pregunta La pregunta sería: ¿cómo, ¿cómo van a hacer para meter, no sé, tres, cuatro octógonos en un huevito Kinder? <risa> Qué、claro. buen momento para estar vivo. Te juro. <risa> Increíble. Increíble. Bueno. Sí, creo que estamos, estamos, perdón Sati, termino con esto nomás. Creo que estamos viviendo con muchos cambios.、Eh, Pre-pandemia ya se veían y otros que se están dando c o muy seguidos ahora. Y por eso insisto en como qué momento para estar vivo, porque estamos siendo conscientes de los, los grandes cambios que son h i t o s en, en la historia y estamos siendo conscientes para poder vivirlos y charlar sobre eso, razonarlos. Bien, vamos al mensaje que llegan e e l WhatsApp. Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas noches, soy c a r l a vivo en San Fernando. Les quería comentar que、eh, me estoy cagando de risa con lo que estoy escuchando y otras cosas son para llorar. Que nos eliminen al Papá Noel, es lo único que faltaba, que nos hagan estos. estos HD e penas, d i c e Bueno,、y、van、sí. llegando mensajes. Mi vida, yo también pienso lo mismo, no mentira. Claro, claro, <risa> no, claro. Pero sí, es, es muy fuerte. Es muy fuerte.、Eh, dice acá, por ejemplo, Juanjo. Juanjo de i t u s e n g o nos dice: Buenas noches, Magic, ¿cómo les va?、Eh, ¿Cuándo vuelve el Magic? Nos preguntan acá. Dice acá Jonathan. Jonathan, nuestro oyente de, de Córdoba. Gran oyente del programa Cosa Nostra los lunes. Que dice: Hola, un saludo. Esto voy a por WhatsApp. Dice: Bien que quiten sacar a Dragon Ball, pero no veo a nadie quejándose de. La basura de programas como Tinelli y Jorge Real, ¿no? En fin, la fotosíntesis, dice. Fotosíntesis. Sí, sí igual también, La hipocresía, en realidad, igual, pero es un, un, un, algo muy bueno, trajo. i g u a l a mí me pasa esto, en particular, creo que lo charlamos en el podcast anterior, que es que para mí no hay que cancelar nada. Digo, me parece que lo mejor en todo caso es charlar acerca de lo que se ve y tener la capacidad de elegir y dejar elegir en todo caso.、Eh, no,、Exacto. para mí no hay que sacar nada. Tiene e t que estar tanto Dragon Ball como Tinelli, que, no, que la verdad que no me gusta, me importa, chupa n huevo, la verdad que, que esté en tele o no esté en tele, pero me parece que cancelar nunca. Nunca es la solución. Además de, de entender que, bueno, son modas que, que, que, que se dan en un momento de la sociedad, en, en el tiempo. En un momento Tinelli era Tinelli, era lo que más se veía en la televisión y garpaba y toda la televisión giraba alrededor de Tinelli porque eso era lo que consumía、eh, nuestra cultura, nuestra sociedad. Bueno, eso se terminó, el, la tecnología avanzó, las cosas avanzaron, cambiaron y hoy Tinelli es lo que menos se ve y hoy. Con todo este movimiento d e feminismo, de la igualdad y toda la mano en coche, todo lo que pasa en Tinelli se ve mal, y la verdad que te pones a mirarlo y dices, y sí, no está tan bueno. ¿no? Eh, pero me parece muy importante esto que dice Santi: de, ok, listo, las cosas tienen que estar porque vivimos en democracia、eh, y la libertad de, de expresión existe, ¿no? pero de poder elegir. Eh, si se ve o no, que el público sea el que, decide, que decida, perdón, si Teneli continúa o no en la televisión. No que vea alguien con un dedo a decir, a、ah, vos que haces esto, que esto, que lo otro, que lo hiciste, lo hacías. Y sí, lo hacías porque era lo que se consumía en ese momento y vos también lo consumías. Hoy tenés otra mente, hoy no se puede hacer, listo, se, se desintegra. Pero que el público sea el que decida, no un dedo acusador. Bien, esos son mensajes que van llegando vía WhatsApp. Nos dice por acá este, Martín, oyente que vive en San Isidro. Hola chicos, buenas noches. Espectacular lo que están haciendo. Me acompañan mientras que me suspendieron acá un plan. Y acá me quedé en casa si no los iba a escuchar si los hubieran grabado. Dice acá:、eh, Aguante Dragon Ball, no van a poder detener.、Ajá. Eh, a los años ñoños o takus siempre está para ver Crunchyroll. Sí, igual para mí, más allá de por qué, eso, es eso es un argumento que yo escuché y que vi varias veces en, en, en la página de Magic. n o Esto de, bueno, pero qué importa que lo saquen porque está en Crunchyroll, no importa, estaba en televisión y dejó de estar. Ese es el tema: el intento de censurar la cagada. Exactamente, tengamos en cuenta también que Dragon Ball, Dragon Ball todo el mundo anime iba a desaparecer.、Eh, Tarde o temprano de Cartoon Nuevo, por esto de, de, de que ahora apunta a otro tagger de edad, ¿no? Pero sí, me parece. O sea, no se puede hablar de censura de ningún tipo en un país con democracia. No puedes tratar ese tema. Entonces, sea poca, mucha o que lo puedas ver por otro lugar, no importa. Se intentó y se hizo. Y eso es grave. Totalmente. Bueno, recurro acá a la agenda de Diego. Diego tiene acá un listado de cosas que quería. Que quería que charlásemos, con las cuales coincidimos todos, y que tiene que ver con algunas novedades. Por un lado, este, novedades vinculadas con el mundo de la televisión. Se viene un cambio muy importante el mes que viene de un canal y algunas cositas más también. Diego, la pelota es toda suya. Bueno, bueno qué placer hablar de, bueno, por un lado, de la parte nostálgica de, de, de Boomerang. Estamos hablando del canal Boomerang, de, bueno, de Turner, hermano de Cartoon Network, y de Tooncats. Eh, en Latinoamérica,、eh, lamentablemente, decidieron que、eh, ya el mes que viene、eh, van a hacer un rebranding, pero además van a cambiar el nombre de la marca por、eh, c a r t u n i t o una vieja marca también, otro, una vieja señal、eh, que viene, que fue creada en Europa este, ya hace más de 30 años. Y、eh, una vez más,、eh, este canal bueno, sufre no solamente en este caso la desaparición, sino también el cambio otra vez de público y de rebranding. rebranding. Este, yo quería, perdón, perdón. Yo quería este, es, recordar las distintas etapas, cómo surgió este canal,、eh, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica,、eh, sobre todo para, bueno, para todos los que estamos escuchando. Yo creo que todos vimos nacer Boomerang acá en Latinoamérica.、Eh, y, bueno, y después,、eh, cómo fue cambiando del 2001 al 2006, del 2006 al 2014 y del 2014 a esta desaparición. Sí, por empezar,、eh, Boomerang fue un canal, para mí, en su momento revolucionario, que nació como un canal que era una especie de señal n de Cartoon Network. Cuando Cartoon Network empezó a meter estrenos y series nuevas, los dueños de Turner, los dueños de Cartoon Network y, y, y demás, optaron por decir: bueno, ¿qué hacemos con este archivo que tenemos? Que es muy vasto, que tiene los picapiedras, que tiene este, los supersónicos, todo Hanna-Barbera, Tommy Sherry, bueno. a r m e m o s un canal y que se vea por ahí y no disputamos público con nuestra señal principal. En ese marco, crean Tooncast,、eh, perdón, crean Boomerang, que tenía el logo de Boomerang y abajo el logo chiquitito de Cartoon Network. Inicialmente se vendía como Boomerang、claro. de Cartoon Network. Claro, claro, en principio era un segmento de televisión que iba a la noche. Creo que en el 2000, 2000, 2000 después en el 2001 pasó a ser un canal 24-7. En s a n k e e l a n d i o En s h a n g h i l a n d i acá a recién en el 2002, por parte de Multicanal. Claro. Sí, yo me acuerdo. No, igual, perdón, perdón. ¿2002 o 2001? Sí, 2000. Ah, es verdad, 2002. Pues yo me acuerdo que lo conocí.、Eh, todo, conocí el segmento, en realidad. El segmento de Boomerang en c a r t o o n Network, que lo pasaban en la trasnoche, si no me equivoco.、Eh, más o menos en ese año. Y nada, me parecía increíble. Tipo, yo podía conocer muchos dibujos animados de Hannah b a r b e r a que no conocía porque tampoco los pasaban en. en que yo recuerde, ¿no? En, en la etapa de Cartoon, Network, de Cartoon Network, donde yo lo veía, este, como de Pixie Dixie, puede ser.、Eh, no sé, hay un montón. Hockenberry Hamm. El b e t h l e h Claro, bueno, este, bueno los, los míticos. Este Eh, Pica piedras, supersónicos,、Persónicos. que eso sí los amaba. Sí, eso sí. los amaba. Este, bah, me encantaban también los live actions. Ah, El de los picapiedras, sobre todo los dos de picapiedras. De, me gustaba, ¿sabes qué? Ver,、eh, recordaba también los e s p e c i a l e s de Navidad que hacía Cartoon Network en ese momento. ¿Qué tipo te pasaban? No sé, el 2 de, de diciembre te pasaban la película de s u p e r s ó n i c o s el tal día y así. Todos los días te pasaban este, algo Un temático. Un e s p e c i a l de Navidad, claro. Sí. Pero bueno, nada, este, todo eso lo, lo, lo empezaron a pasar en Boomerang. Y, y bueno, ¿y cómo de pronto cambió? Sí, yo quiero traer,、eh, creo que Diego, por ahí me, vos, vos me entendés, lo que es vivir un poco más alejado de lo que es eh, eh, de, de la ciudad de Buenos Aires del primer cordón.、Eh, creo que Diego, vos todavía sos 011 incluso.、Eh, vos todavía sos Gran Buenos Aires, si no me equivoco. Sí.、Eh, yo. Yo ya soy provincia acá en Pilar, ya, ya es considerado provincia porque cambia la, la característica, 0320. Entonces, a lo que voy es que, por ejemplo, acá que Mati contaba entre el 2002 y 2003, acá Boomera llegó en el 2004. Yo lo recuerdo perfecto porque fue el año en que mi sobrina empezó el jardín y ella miraba esos dibujitos y yo me sentaba con ella a mirarlos. Yo ya sabía que eso era, tenía algo que ver con Cartoon Network porque me era familiar. Creo que porque tenía la misma voz el locutor, si no me equivoco, y también promocionaba cosas de Cartoon Network. Y yo ya sabía que era de Cartoon. Pero incluso traigo esto porque, de, que, de que pasaban dibujitos, por ejemplo, Berman, que me acuerdo bien que era el que m e g u s t a b a a mi sobrina, que yo no lo conocía. Y la mamá, o sea, mi hermana, que es más grande que yo, me decía: Ah, sí, mira ese dibujito, como que ella lo había visto cuando era chiquita, ¿viste? Y yo no lo conocía. Entonces. Mirá cómo, cómo trajo de nuevo estos dibujitos que se vieron en algún momento y que quedaron en el olvido para el público nuevo que empe, había empezado a apuntar a l canal. Berman y todos los demás,、Totalmente. tipo El Fantasma del Espacio, t u n d a r el Bárbaro,、es. eran todos de los 60. Y en, ponele 40 años después, en el, en el 2002, o 30 años después, vuelve a estar en un canal disponible. Eso ya era una revelación.、Eh, Y me acuerdo que las promos eran esto, ¿no? Vos, vos veías muñequitos retro de los supersónicos y h a c í a n estética. Para mí era una estética preciosa. Siempre Quise、precioso. tenerlos. Siempre sí, sí, quise a... tenerlos. A mí, perdón, perdón. A mí me compró el canal por eso. Porque yo, tipo, veía los muñequitos y decía, Y decía, lo bueno vuelve. tipo, Siempre me acuerdo de esa frase. Madre mía. Quería tenerlos. d e c i m a t i c e n qué p es esa v o s Sí, era un combo perfecto el hecho de todo el merchandising que tenía el mismo canal Boomerang, que lo mostraba en forma de identificadores y separadores, y a eso todo ese background rojo,、eh, azul, azul celeste, y la increíble voz de Mario Castañeda como locutor del ah, canal. ¡Ah, Mario Castañeda era! Sí, así, sí, sí, sí. Mira sí, qué sí, grosor. Sí, sí. Eso impactaba mucho también. Y claro, claro, porque era la voz, pero una voz inconfundible y muy querida. Sí, a mí me encantaba, era lo que más me llamaba la atención y lo que me, me invitaba a verlo. O sea, yo quería ponerlo en la casa de mi abuela, pero yo no tenía cable y nada, y o sea, era como wow, tipo, me sentía a ver Boomerang. O sea, ¿qué descubrí、sí. hoy? De hecho, iba, iba、claro. con un, un VHS e siempre a grabar y me llevaba cosas para poder h l a r de mi casa para jugar a que tenía cables. Re pobre,、claro. re triste. Pero claro, pero me llevaba tipo maratones de cosas que no conocía y después las veía en mi casa y después me h a c í a también la cara de tu n o v o Pero bueno, eso ya es otra, otra historia. Pero nada, qué apasionante. Sí, sí, sí. Y bueno, y después tenemos una etapa en la que el canal solamente en Latinoamérica, porque después en el resto del mundo no sucedió.、Eh, y acá deciden los、eh, directivos de t u r n e r Latinoamérica cambiar. Eh, no solamente el,、eh, hacer un rebranding de, de la marca, sino también cambiar el público, a apuntar a otro público, un público adolescente, preadolescente. Y eh, bueno, eh, en mayo, lo recordábamos con Santi la otra vez, abril, mayo del 2006,、eh, comienzan ya las publicidades del nuevo boomerang, y ya en mayo sale al aire el primero de mayo, el Día del Trabajador, que este, no solamente cambian todo el. el, el, el Digamos, el archivo de, de, de programas de, de Turner, de, de dibujos animados de Turner, sino que encima compran también eh, series, eh, entre otras, argentinas también. ¿En、eh, qué año fue esto? Pero en el año 2006. El año o sea, 2006 fue, justo, fue justo en el mes del, de, de nuestro holocausto, ¿viste? Fue justo en el mes en el que cambiaba Boomerang y cerraba el Magic.、Sí. Así, así es. Fue, fue como una especie de, de pasaje de público, ellos ya estaban oliendo. Había, había gente, iba a haber gente que yo, iba a estar en el aire y que te juro. iba a querer ver algo. ¿Eh? Yo, ya, yo ya te lo conté en audio, ya te lo había mandado un audio, pero ese sábado a la noche de mayo del 2006, que estaba viendo Matilda en ese nuevo Boomerang y vi las, publi las publicidades y los separadores, y ya de plano dije: Esto no me va a gustar. Y no me gustó. Esa es la discusión q u é viste ahí? O sea, ¿qué percibiste vos? ¿Qué entendiste? Un cambio de era. Un cambio de、ah. era. De, o sea, yo estaba viendo las publicidades de Basil Brosh,、eh, Amanda O, no、ah. sé si también. No, estaba... no, no. Basil Brosh, mis pares d son extraterrestres, la radio libre de r o s c o Yo soy fan de esos Uber. Digo esto、Así、porque que... esta es la parte en la, que, en la que se dividen las aguas. Porque, según los gustos de cada quien, yo podría pensar, por ejemplo, que. Boomerang, lo arruinan en 2006, pero Diego dice: No, para mí fue espectacular toda esa era donde pusieron, en vez de estar Tundar el Bárbaro, Los Autos Locos, Tommy h e r r y Jerry, los cartoons viejos de Warner, lo cambiaron por por un lado esto, ¿no? La Radio r o s c o después también mucho, mucho de Cris h Morena. Acá empieza, la grieta, acá empieza la grita en este bueno, asunto. Sí, sí, <risa> pero、sí. justamente es la apuesta que hacen ellos, ¿no? O sea, apuestan a. A conservar cierto público para ver si se engancha, a captar público nuevo y se arriesga a perder cierto público que está acostumbrado a su estética, imagen y programación anterior, que no se logra como allernar a la nueva. Me parece que es, es eso justamente lo que hacen, es apostar, arriesgarse. Eso en es una empresa, chicos. Y, claro, no, igual por suerte fue cuestión de dos años nada más para que lancen un tercer canal. Para volver a, a pasar todas estas series, que es. No, no. t u n k a s t u n k a s Tunkaz salió en el、claro. 2008, 8 ¿eh? Igual Tunkaz, o sea, pasaba los primeros. Este, estos más viejos de hace 40 años, 50 años.、Eh, sí, tipo Pixie. Sí, Pixie, sí. Popeye esto...、ah, y todo、okay. eso, sí, claro, sí, Claro, o sea, como que hicieron una regresión con Boomerang, y, pero nada más que lo transformaron en, en Tunkaz. Y ahí nació. Claro, claro. Este, claro, yo no. Bueno, t u n c a t siempre estuvo como canal tipo premium o estaba solamente en algunos、eh, servidores de cable, entonces era más difícil todavía enterarte e s t í s más, hoy, hoy, hoy en día t u n c a t no sé dónde está, porque yo tengo, por ejemplo,、mm. DirecTV,、eh, el full, digamos, y no está. Entonces es, no sé. Está, por ejemplo, en, en Cablevisión en Digital. e Telecentro. Telecentro, Cablevisión Digital, DirecTV, l o l o u d Pero el tema con, con Tooncast es que, efectivamente, como muy bien se dijo acá, nace en 2008. Ya no con la estética de, del, del boomerang que conocimos, sino que lo que hicieron fue agarrar identificadores de Cartoon Network, al cual le reemplazaron el logo de Cartoon por el de Tooncast. O sea, agarraron promos del Cartoon que vimos 200 veces, le sacan el logo de Cartoon y le ponen la de Tooncast para decirle a la gente: Che, es esto. Esto que alguna vez viste, vuelve de esta manera. El problema.、Claro. Es que no está en el cable básico, muchachos, que es el que sigue teniendo mucha conectividad con la Argentina. Sí, totalmente. Aparte, o sea, hay mucha gente que yo, o sea, por lo menos hasta el 2010, 11, no me enteré que existía. O sea, va, no, miento. Perdón, ya sabía que existía porque, por ejemplo, está en Antina, por ejemplo, que es un sistema de cable no tan fuerte ¿Mierda? como Cablevisión. Claro, bueno, está, ahí estaba <ríe> y no estaba, qué sé yo, en, en, No sé, en Direct TV, por ejemplo. O sea, sigue, sigue, sigue sin estar. Este, y yo, hasta que no estuve、claro. en Telecentro, no pude verlo. Y lo tuve e x a c t a m e n t e A mí me pasó parecido. Me pasó que, eh, nada, eh, en un momento llegué a Telecentro, creo que fue en el 2014-2015, y ahí me enteré que existía e s Tom e t Cass. Y ahí, bueno, empecé a que p a s a b a n la primera serie de Dragon Ball y pasaban Pokémon los primeros capítulos. Qué hermoso. Sí, bueno, fans de Pokémon desde los seis años. Era el mejor canal para mí. La s tema que me llegó tarde. Bueno,、uh -huh. a mí me pasó algo parecido, pero bueno, con el sistema de cable ya, todo tiene que ver con las zonas donde uno vive, ¿no?、Uh -huh. este, por ejemplo, Frencio Varela no, no puede entrar cablevisión por una cuestión, vaya a saber qué. O sea, intuyo que es una cuestión este, municipal, pero bueno, no puede entrar. Entonces, eh, nada, eh, teníamos un sistema de cable. Mi abuela t i e n e e un s s i t m a de cable un sistema de cable s o n a l que tomaba señales de multicanal y cablevisión. Y vos lo sabías porque cuando se tildaba algún canal, qué sé yo, te ponían la placa de multicanal o de cablevisión. Pero no era ninguno de ellos, o sea, era otra empresa. Y este, esta empresa, este, tipo, me pasó con el Magic y me pasó con Boomerang y me pasó con todos.、Eh, te ponía, tipo, un tiempo un canal y después a los dos años lo sacaban y lo r e e m p e z a b a n por otro. Me pasó, por ejemplo, con el Magic, pero bueno, lo del Magic era lógico porque creo que a todos los cableoperadores les pasó entre el 2000. 1 y 2002, 2003, que no estaba, sí, en mi caso, bueno, lo, lo pude ver desde el 2004, pero por ejemplo, este, sí me pasó con Boomerang, que ya me había enganchado con la sexta temporada de Chiquititas en el año 2007, y en mayo del 2007, o sea, un año después del cambio,、eh, sacan, ese, sacan la señal de, de Boomerang y ponen la de Disney Channel. Bueno, nada, este, hasta que no tuve DirecTV en el 2010, En mi casa, finales de 2010, tipo en agosto, no pude volver a ver Boomerang. Y me perdí todo ese, toda esa etapa de repetición de mis series favoritas. De mis padres son extraterrestres, del de show de Basil b r u s h de Chiquititas, de Rincón de Luz también, que la pasaban no solamente a las 2 de la tarde、eh, en Argentina, sino que también a las 10 de la noche.、Eh, nada, qué sé yo, cosas que pasan. Pero digo, depende、okay. de las zonas. Perdón, sí. Diego, perdón, te quería preguntar, ¿en Boomerang pasaron Florecienta? No, no. Floricienta、eh, solamente en Disney Channel.、Okay. Disney Channel、ah. Latinoamérica y Disney. Y, y, y, y, en Brasil se pasó la versión original de Brasil, o sea, la de Floribela, Brasil. Pero después en toda Latinoamérica se pasó Floricienta y en España también. Bueno, en España la pasó Boeing y la pasó、eh, Cartoon Network, la pasó en Francia. Mirá, bueno, los canales estos de, de Turner sí、eh, compraban Floricienta también. Perdón, quiero preguntar、antes. algo que、eh, si es como yo pienso o, o entendí yo, es una revelación. ¿Cómo la versión original de Floricienta? No, perdón, de ese país. O sea, la versión de ah, Brasil. Ah, ¿sí、Yo e n te n d í que, ¿la nada, original nada. es de Brasil? No, no, no. no, no, sea, no, no la no, la no. original es nuestra y Brasil, Francia, en todos los otros países que pasaron hicieron su versión. Su versión, versión. ok. Chete, realidad,、sí. No, no, perdón, perdón. perdón. No, no decían, o sea, en a e realidad. Claro. Perdón, perdón. La, la distribución, la distribución de, de. O sea, muchos compraron la lata y la doblaron, pero después también、sí. hay siete países que la hicieron. O sea. Por un lado tenés tipo, Chile,、eh, Bolivia, tiene la versión boliviana. No, boliviana era no paraguaya. Bueno,、eh, Colombia, México,、eh, Portugal y Brasil. Esos tienen su propio floricienta, que en,、ah. los, en, en algún lado se llama Floribela. En México se llama Lola, eras una vez, que no funcionó.、Eh, funcionó floricienta, floricienta. Tipo, ahí hicieron un, un tour por todo México y ganaron un montón de plata. No voy a decir los、sí. valores, porque es un montón, pero, pero Florencia fue la que más ganó. La presidenta fue la que más ganó.、Bien. Tengo un dato para compartir. Más, o sea, ella, la actriz, fue la que más facturó, quiero decir. Porque él, hacía n contrato、cuál? personal. La, la actriz Florencia Bertotti fue la que más ganó en、ah, ese tour、sí. por México. o fíjate lo fuerte que era. Que le propusieron tipo, una, una suma muy alta en dólares, muy alta. Y obviamente aceptó. Y bueno, por ahí a los, a los personajes secundarios les pagaba n mucho menos. Muchísimo menos.、Sí. Pero nada, o sea, el boom era muy fuerte. Tengo a c á unos Pero, datos sobre t u n c a s t amigos. t u n c a s t fue presentado por Turner en San Pablo, Brasil, en agosto de 2008 y lanzado el primero de diciembre de ese mismo año para servir, como se dijo acá, como canal de traslado de programación antigua del canal Boomerang, debido a que, como dijimos acá de vuelta, este último había sido reemplazado、eh, de la programación retro por series juveniles de acción real. Pero me interesa muchísimo esto, dice. Estructura de señal, dice Juan Carlos Wikipedia. Al principio, el canal se lanzó como una señal premium y poco difundida para elaborar niveles de audiencia y pruebas de aceptación de los televidentes, especialmente fans de Cartoon Network y、eh, la animación clásica. Dice que se fueron sumando operadores、eh, regionales de、eh, señal no abierta, pero sí básica. Dice, aunque todavía se encuentran la mayoría de los cableoperadores en, la, en los paquetes más caros. Eh, s u ausencia en la grilla Direct v es aún muy comentada. Este es un dato que me parece que les va a servir. Dice: Tumcast solo posee una señal para toda Latinoamérica, incluyendo a Brasil, lo que obliga al canal a mostrar series brasileñas para cumplir con Ancine y la clasificación de audiencia de ese país. Esto también limita al canal a emitir series con diferentes versiones de video, como lo serían KND Los chicos del barrio, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT, y que se publiciten los horarios y nombres de las series del canal. Ahí me cierra más todo. Totalmente. O sea, ¿no vieron siempre que en un costado aparecen las letras que, bueno, que, tipo, reglamentadas por, bueno, por las leyes de, de, de medios de allá? Sí, sí, la, tipo, la clasificación. L, que es tipo libre, una cosa así. Como que significa que es para todos. Claro, la, la, la clasificación famosa, pero que para nosotros no es igual. Y siempre aparece la misma. La, que ahí te a la pauta de que es de, de, viene, la señal viene de Brasil. Cuando te aparece L o p g t b te dice NTV y eso quiere decir una clasificación. Exacto. Pero, este, o sea, la L, por ejemplo, de Libre, pues, la he visto en, en,、no、sé, bueno, en series argentinas dobladas en portugués que las han grabado de, de la tele y es la primera vez que veo un canal, en, en, de, digamos, toda la grilla de cualquier cable operador de acá que tiene esa, esos símbolos. Tengo mensajes, amigos. Exacto. Sí. Acá dice, por ejemplo,、uh, uh, uh, uh, John25. Hola, yo tengo grabado en un VHS Vampire Hunter D y Robot Carnival de Cartoon Network cuando pasaban a n i m e a la madrugada y en inglés sin subtítulo.、Eh, dice: el 2005 fue malo, en 2015 cerró Locomotion. Fue bastante malo ese año, señal de cable para edades más adolescentes. Dice Fay. ¿Qué padecer en el cable en Florencio Varela? Dice Alejandro Mendoza: Yo encuentro la Tooncast por canales online, es imposible por cable. Deberían ponerlo en lugar de Cartoon Network. No, me parece un montón. e n l u g a r de Cartoon. David: Bueno, en La Plata tenía cablevisión por antena finales de los 90. Magic arrancaba a las 10 a.m. hasta las 20 p.m. que arrancaba Fox y Cartoon Network, arrancaba a las 10 a.m. y terminaba a las 9 p.m. después de Match Music.、El、quilombo. o qué año? Dice a finales de los、es、90. ¡Qué agil! Terrible. Cosme Felinito dice:、sí. Si hacen una versión doblada de f l o r i c i e n t e tendría que estar Gerardo Rellero como Don Freezer. <ríe>、eh, paren, y tengo acá mensajes de WhatsApp que van llegando, porque yo estaba recogiendo mensajes que iban apareciendo. Dice: Eh, mmm, mmm, mmm, dice acá, sin nombre y se llama Carlos de Catamarca. Nos dice: Gracias, gente, gracias por lo que hacen.、Eh, ah, dice acá: Quisiera poder escuchar el opening de Virtua Fighter o el de Samurai Warriors. Y aparto cómo me jodió que sacaran al negrito o negrita de blanca flor. Gracias, gente, gracias por lo que hacen, me hace muy feliz. En Catamarca está Claro TV y está t u n c a s t Dice:、eh, Dice por acá. No me parece mal que lo hayan hecho, no recuerdo bien de qué cosa, ya que para mí era un canal medio muerto. Espero que no toque a Tuncas, ya que hay todos los clásicos de los buenos. Bueno, hay gente que quiere ver los clásicos en más allá de、eh, los e s t r e n o s que sean en, en Cartoon y demás, ¿no? Totalmente. No, es que yo creo que primero、eh, le contesto al mensaje si、sí, era un pesar ver ese, ese cable operador, siempre te encontrabas con una sorpresa distinta, tipo te cambiaban el canal de lugar o te lo sacaban. Ah, pero bueno, nada. Sí, tan sí, provincia no. provincia que, que acá. Que duele. En, que duele, sí, sí. Acá en, en Pilar, en Zona Norte, ya provincia. A ver, son 50 kilómetros de capital, pero no parece, pero, pero sí es una distancia, cambia mucho. Y acá era solamente. Te, tenías o Telered, o sí, sigue pasando lo mismo, ¿no? Pero era Telered,、sí. Telered, o Telered. O sea, no tenías otra opción y te pasaba lo mismo. Si de repente vos querías,、eh, no sé. Eh, optar por otro cable operador para tener más canales o, o otra cosa, no podías porque no había otra cosa, porque tenías esa especie de monopolio. Pero lo que pasaba mucho acá, justamente, era, era eso: primero que, te, que, que tenías todos los canales desordenados, tenías un canal de noticias y al lado tenías un, un canal de, de, infantil. De, de infantil, claro, muy desordenada la cosa. Y después tenías esto, por ejemplo, que, que pasaba con Magic, también pasó con Cartoon Network, de que. Eh, te lo pasaban tipo de 12 a 12 y te, te lo sacaron y compartían con otro lugar. Acá pasó también con Cartoon Network, que no me acuerdo con quién compartía, pero lo que voy a decir es que acá, hacer provincia,、eh, era más difícil la llegada de los canales y entonces, para pagar menos, creo que hacían esto justamente de jugar de a 12 horas con los canales propios que, que bajaban la señal y era terrible, porque estabas enganchado mirando algo y te lo cortaba. n Sí, sí, un, un escándalo, la verdad. ¿Cómo aguantábamos eso? Pero bueno,、mm. éramos chicos y vivíamos ahí también. Yo recuerdo en un momento, Magic llegó a compartir cartel con Boca TV. ¿Se acuerdan de Boca TV? Que、sí. duró nada, un pedo también. 2004. Por supuesto, sí, sí, por sí, supuesto,、2004. me acuerdo. Me acuerdo, me acuerdo. Este. Pero bueno, eso bueno, fue como en el peor canal, en el peor momento del Magic, que ahí empezó a compartir eh, eh, espacio con canales en casi todos los cable operadores. Hasta incluso cablevisión y multicanal, por lo menos en el 2004. Acá por, ejemplo, acá, por ejemplo, compartía espacio con Superland, un canal medio raro de películas, no sé qué origen era, pero que el logo era tipo una medusa, no sé qué carajo era. Es verdad. Pero compartían espacio ahí, por lo menos acá en Pilar, hasta 2005, que en 2005, con esa última, entre comillas, gran inversión que hizo el canal. Que fue que toda la señal de, de, de Capital y Gran Buenos Aires pasase a ser toda Argentina, Uruguay y Paraguay.、Eh, entonces, ahí en, en, en Cablevisión y Multicanal, en, en Capital y Gran Buenos Aires, se empezó a ver las 24 horas hasta el, hasta el cierre. Una preguntita:、eh, ¿Superland no tenía como logo un casquito vikingo? Sí. Creo que sí, era eso. Sí. bueno, una medusa, algo así.、Ah, Matilde, <risa> sí, sí, hay, hay captura. Hay captura, sí, h a c a p t u r Que me acuerdo que pasaba, que pasaba tres películas por día y las iba como, como alternando. Igual quiero sumar algo、sí. con respecto a lo de Cartunito, que aparentemente se va a empezar a ver a partir del primero de diciembre, que es que va a ser una programación para chicos. Me parece que va a competir contra Paca Paca y Disney Junior. Como que va dis y Baby TV. ¿no? Va, a va a disputar、y、esa、Baby、audiencia. TV,、sí. Que a nosotros no nos pasa nada con eso. Yo siempre, siempre soñé. Con que pasase acá lo que pasó en Francia. ¿Y qué pasó en Francia? Tienen Boomerang, sí, pero tienen un canal que es de la familia de Cartoon Network que se llama Tunami. Sí, como el bloque que acá vemos con Supercampeones y Doctor Stone. ¿Y qué pasan en Tunami Francia? Pasan anime, Dragon Ball Z, pasan j o j o pasan algunas series muy copadas de anime y pasan, obviamente, por ser de Warner, muchas de las series de DC tipo Batman animado, Superman, Liga de la Justicia y, esto es lo central, Películas animadas de DC, o sea, películas de Batman que no necesariamente son para chicos. Eso es una bomba, y acá rompería todo, sería un golazo. Olvídate, sería el mejor canal del、sí. mundo, y aparte no es el único canal que tienen en, en Europa, o sea, está Boeing también, que es Boeing es un boomerang del, del que me gusta b a a mí, por ejemplo. O sea, que justamente es el, la señal que después pasó: f l o r i c i e n t a Casi Ángeles, todo doblado. En italiano o en, en francés, bueno, eso sí se, se pasaba en Cartoon Network, pero, o sea, ¿qué haces? Son decisiones empresariales, habría que ver cuánto cuesta.、Eh, a v En realidad, criteriosamente podemos hablar de lo que pasó, eso no sé si lo vamos a hablar ahora o después, pero digamos, es como que por momentos parece que las、eh, empresas tienen dinero para invertir y otros momentos directamente parece que no hacen nada,、eh, como en este caso, que podrían estar utilizando este tipo de contenidos. Eh, para, para seguir vendiéndolo a las, a las audiencias que, que están, que lo quieren, y bueno, y llegamos a esta altura en la que la gente tiene que optar por un servicio pago de internet para poder verlas. Sí, completamente. A ver, la televisión que está muerta es un hecho, pero también no solamente está muerta por el hecho de que ya tenemos por costumbre el uso del streaming, sino porque no hay propuestas para ver. O sea, porque estoy seguro de que muchos de los que están escuchando, y nosotros también, p r e n d e m o s la tele, ya sea cable básico, o sea, ya sea cable digital, pero especialmente cable básico, y vos puedes estar pasando media hora por todos los canales que no te quedas en ninguno. Yo recuerdo que、Exacto. Locomotion, el Cartoon de los 2000 y los 90, el propio Magic Kids, Animax también, Fox Kids. los canales de aire también. Los dejabas de fondo. Sí, pero、Exacto. yo me refiero a los de animación. Sí, era especialmente, era los, especialmente los de animación, yo los dejaba de fondo, aunque lo que estaba no me, no me gustase tanto. Totalmente. Me ha pasado que solamente por querer ver Fox Hicks, en, mi, en el departamento donde yo vivía, en Quilmes, se podía、uh -huh. ver,、eh, digamos, si vos cambiabas, no sé, ibas al canal 40, el canal 40 se podía ver Magic, por ejemplo, pero digamos, no sé si ibas a otro canal, Canal Tanto, o Fox Hicks,、eh, creo que era, se podía ver ahí Jetix después. Pero, digamos, se veía muy mal, se veía tipo casi lluvia, literal, pero yo era feliz con eso. Y tipo, lo ponía al pedo, o sea, aunque no entendiera nada. O, lo, o en la casa de mi abuela, tipo, a veces lo ponía a propósito. De hecho, una vez sin querer borré un video que no era mío, era de mi prima. No. Este, que era, que era, de la, claro, era de la revista Chiquititas. Estábamos <ríe> viendo ese segundo volumen que viene tipo el, el Chupachá, esas canciones de la r e v i Borré el video、2008. del 15 para, para grabar Magic. Claro, ¿a vos te pasó? Me muero. No, ¿Te no, no, no, digo, digo, digo t e imaginas? No, bueno, en mi caso, este, en ese momento no había Magic, pero sí estaba Fox Kicks. Entonces. Estaban pasando el pájaro loco, tipo, no es tipo, la serie que más me gustó en la vida, pero justo la vi y dije: Mira, esto no lo tengo, ¿no? nunca lo grabé. Y lo puse, o sea, puse rec con el primer video que estaba ahí adentro. Y cuando me di cuenta que estaba grabando sobre ese video, me puse muy mal porque l l e g o o sea, y le conté a mis abuelos, a un tío mío. Entonces, tipo, ellos me querían ayudar y querían comprar un video nuevo. Y ellos no entendían que eso había salido en un fascículo de una revista. O sea, me llevaron a un video club s o n a l claro, para ver si podíamos encontrar la película ahí nueva. Obviamente qué no la encontramos. Y bueno, qué y en el p r i e r m o m n t o tuve un poco que d c i r Claro, pero ni tampoco porque, o sea, el, ese video se había editado en el 98 y yo lo borré、ah, en el 2000. No. Entonces, claro, claro, o sea, no había chance. Este, no como ahora, que por ejemplo los coleccionistas sabemos dónde encontrar esas cosas, pero en ese momento no existía internet, no existía nada. Entonces,、eh, claro, a mi prima le tuvimos que decir que se había roto el video. Pero la verdad es que yo sabía que había pasado. Yo, si querés, lo había borrado. O sea, s se fue al campo. Dijo, claro, encima, claro, claro, la llevamos al campo. como dicen c o los perritos cuando se mueren. Claro. Amigos, este, me... Sí, no,、Perdón. les quiero decir esto, no, que Zoom nos va a volver a cortar. Nos queda un minuto de conexión. Vamos a hacer lo siguiente:、okay. ponemos otro tema musical y en un ratito ya retomamos para, para continuar, si quieren, con esto lo de Boomerang o el tema que, que, que tenemos después en, en sí, agenda.、Sí. ¿sí? Ahora les paso sí, el link y, y seguimos. Yo、Muy、quiero con, man, aprovechar nomás, le mando saludo s a los chicos del Zurich, a mis amigos, a g u i l l e a l e ó n y, y a Leo que, que, que, que, que están escuchando ahí.、Eh, y nada, eso, antes, antes, antes que me maten. Ahí está, bueno, abrazo para ellos. Amigos, vamos a escuchar、Besos. un poco de música y en instantes estamos de vuelta. Lo que tenemos acá es el tema de Ghost Sweeper Mikami. Eh, tengo acá mensajes que los voy a despachar. Dice, por ejemplo, Alejandro Mendoza. Animérica en las madrugadas tenía Tintín, en el artijo de Neda hace un tiempo. También tuvo Robotech y también tuvo unas cuantas más.、Eh, mensajes que llegan al、eh, WhatsApp. Veamos si tenemos por ahora.、Eh, sí, acá, por ejemplo, dice、eh, Chokin. Buenas noches, acá en San Fernando. El Magic llegó en el 95 y después siguió en Multicanal y Cablevisión. Dice Chokin. A él también un abrazo. Ahora, el tema de Ghost Sweeper Mikami. 生かせちゃうわ大胆な私の技の中どれでも好きなのをあけるバイバイさャン I'm a w o m a call m e a h Consciousness, no less. o I'm a woman, no less. I'm a woman, no less. I'm a woman, no less. Bye bye, sadness w i t the final El policía cibernético al servicio de la comunidad. Novo c o p Policía especial. Acá. En b a t k i d l Alex Murphy. El policía cibernético al servicio de la comunidad. Novo c o p Policía especial. Acá. En b a t k i d l Busca en tu kiosco la revista Dragon Ball Z, el éxito de la TV. Con nuevas historias de Goku y g o m a n Toda la información sobre la serie, técnicas de lucha, un superpóster a todos colores y mucho más. No te pierdas esta revista espectacular. Corre a tu kiosco antes de que se agote y se bate el número 10. Su jefe prefiere tenerlo lejos. Aráctida se e n f r e c e al oír su nombre, pero a él no le importa. La gente Heller lo adora. Gadget b o y de lunes a viernes, a las 10, en Mario Kids. Ya brillan en tu kiosco los sobres plateados con los auténticos muñecos d r a g o n Ball Z. Todos tus ídolos en 36 fabulosos muñecos para coleccionar. Pedí los sobres plateados de Dragon Ball Z con los muñecos de tu serie favorita. Ya brillan en tu kiosco. Otro éxito ultra figus. Rebus, lo mejor en 3D. Bob es el guardián más buscado del Mentre. Tiene que sobrevivir y luchar por su destino. Rebus, aventuras en la red. Todos los días a las 16.30. Claro, en Valle's Kids. a l g o grande para los chicos. Salió la revista de Dragon Ball Z para colorear. Además, trae acuarelas de regalo para pintar a todos los personajes de tu serie preferida. Pedí en tu d i o s c o n la revista Dragon Ball Z número 6 para colorear con las acuarelas de regalo. ¿Qué podés encontrar en el laboratorio de Big Mac? d e s c ú b r i l o en el mundo de Big Mac. Vení, entrá al laboratorio más divertido y deja que Dickman responda a todas tus inquietudes. Los secretos de la ciencia, acá, en Mártete. Poderosos enemigos del espacio intentan conquistar el universo, pero serán exterminados por los Saiyajins. Un enfrentamiento muy esperado, un combate apasionante, su mate al reto y d i f i u t a d de la victoria. Dragon Ball Z, todos los días a las 7:30, la acción está acá, en Magic Kids. r a n Cestarosa, a n Borghini Diablo, Tosquita, Porsche 911. Ya está aquí la colección que siempre había soñado. Top Cars, los mejores coches del mundo a escala de coleccionista, con fichas históricas, técnicas y espectaculares fichas panorámicas. El Porsche 911 e las primeras fichas por solo 4,90. Correa tu kiosco. La serie más disparatada, la elegida por todos, está en el m a g l e Granma y medio. Divertite viendo los mejores capítulos de esta historia diferente en la que Akane y Granma son los protagonistas. Emoción, risas y humor con las situaciones más disparatadas. Una serie diferente. Acá, en m a g i c Kids. サうコウのアウト。<lam> Vuelta y son las 12 y 34 de la noche. Ya es domingo, pero estamos acá、eh, con muchas ganas de continuar charlando con todos ustedes en este podcast especial en vivo. Que más que podcast, es un programa de radio que sale a través de la página de Portal 2, donde está alojada la radio de Magic Kids. También estamos en la app para sistemas Android que nos provee la gente amiga de republicahosting.com. Mi nombre es Santiago Alonso. Y estamos con el amigo Diego Morales, con Matías Salazar, padre del proyecto, este, y también el amigo、eh, Hernán Molina. Aquí estamos. Y sigo atándome a las diferentes cuestiones que vamos charlando. Por un lado,、eh, por si nos si no sintonizás recién, bueno, ya se sabe que a partir del primero de diciembre el canal Boomerang deja. De b existir e para dar paso a Cartoonito, un canal con un target de chicos de 2 a 6 años, con lo cual las chances de ver anime en televisión se hacen cada vez más imposibles. Y quedan muchas cosas más n o、eh, que iremos también conversando.、Eh, Mati, ¿vos estás viendo Boomerang últimamente? Y mira, yo no. o No m u c h Sinceramente lo dejé de ver. A... No, lo dejé de ver hace tiempo. O sea, lo dejé de ver、eh, a partir del último rebranding, creo que fue hace. c u a t r o o cinco años, me parece que fue el último rebranding que、eh, apuntaron más a un público más infantil. Claro. Yo, si te miro, te miro t u n c a s t t u n c a s t sí miro. t u n c a s t Bien, sí. Sí, pues sigue teniendo toda esa estética que nos gustaba y, y, y demás. Falta que le pongan un poquito más de anime y creo que es el canal perfecto. Mira,、eh, de los diez años en los que tengo la suerte de tener el canal. Eh, solo han pasado dos animes, i se puede n decir anime, que es Pokémon, Pokémon la, hasta la Liga Shoto, me parece. Y... Bueno, primero 90 capítulos, más o menos. Claro, y Dragon Ball, solo Dragon、Los、Ball. Y lo presentaron como una premiere. Es más, es más, hasta l u quearon el logo de Tunkas y abajo decía premiere como si fuera un gran estreno. Claro. Bueno, otro canal que me parece que estaría bueno tener、eh, de forma masiva. Matías ya sabe lo que voy a decir, es la cantinela con la que voy siempre. Sería el canal Bitme. Bitme es un canal que. Es, muy bueno. Que es muy bueno, que depende de Televisa, es de México. No es un canal que esté. Bueno, sí, está en Argentina, pero solo lo pueden ver quienes tengan el plan más alto de Telecentro y quienes lo pueden ver también por internet. t q u e es Bitme? Para quienes no lo saben, es un canal que está dedicado. Inicialmente estaba dedicado a la cultura gamer y de anime, le hicieron algunos cambios medio raros. Y que pasa a series como Sailor Moon, Messenger, Los Caballeros del Zodíaco, Las Guerreras Mágicas, Full Metal Alchemist、eh, y algunas que otras series más, bastante modernas, junto con programas de videojuegos y series como El Chavo Animado y algunas live action. El canal no está mal si se lo compara con lo que uno tiene para ver como Cartoon Network,、eh, como por ejemplo, qué sé yo, eh, Boomerang, eh, Los de Disney y Discovery Kids, ¿no?、Eh, creo que falta un canal así en la televisión. Totalmente de acuerdo, lo vi a Bitme,、eh, no tengo Telecentro,、eh, nunca tuve Telecentro, pero solo de pensar en Telecentro. <risa>、eh, no, un chiste, l a c e m o s Te、Simpsons. agarra el ultrinario. Que... Claro, <risa> no, quiero decir que、eh, lo vi a Bitme en Telecentro, no tengo Telecentro, por eso lo vi una o dos veces, pero que、eh, vi cómo pasaban Cero p u m e y no s que te lo p a s a n en una calidad, pero de la puta madre se ve muy bien, se escucha muy bien. Eh, y luego que tiene esto, ¿no? De que por ahí me metía el chavo animado, después venía Celo Hormuz, después venían los caballeros, y después venía, qué sé yo, no sé, otra vez el chavo animado o alguna cosa mía rara, que la verdad que te da una combinación como perfecta porque estás ahí enganchado a la programación, programa tras programa, que es algo que no, por lo menos a mí no me pasa, pero pff, años te diría. Sí, por eso, o sea, ese sentimiento de, de volver a ver cosas con, que generan expectativa. No, no se repite. Yo pienso que, por ejemplo, también otro canal que estaría bueno tener, no sé si tenerlo, pero tener uno parecido, ¿no? Es ETCTV de Chile. ETCTV de Chile es más Magic, en cuanto a que por ahí pasaron todos los clásicos de Magic y algunos más también.、Eh, mientras que veíamos cartoon,、eh, Mientras que veíamos que Dragon Ball Z En Magic, en la misma época ya se pasaba por ETCTV, que es un canal que no hay forma de verlo acá salvo por IPTV,、eh, de una conexión Medio medio clandestina. Eh, y pasaba Sailor Moon, y pasaba s e n k i Slam Dunk, pasaba también Las guerreras mágicas. Ha pasado también capítulos nuevos de Detective Conan y muchas que acá directamente no llegaron. No llegaron, eso, eso, eso quería decir de que, que incluso que ya para el 2000, 2001, e TCTV empezó a ser un poco más fuerte que Magic. Por esto mismo que vos bien decías anteriormente, que el mismo canal chileno fue el que pagó para hacer el doblaje de los restantes capítulos de Detective Conan. Que eso no es menor que un canal de televisión tan chiquito como fue en ese momento de TCTV te mande a doblar el que él garpe los capítulos restantes de una serie para seguir emitiendo en su canal. Es como si fuese que acá Magic hubiese, o、oh, eh, no sé, por ejemplo Cartoon Network, que no terminó de. q u En e realidad, eh, eh, no me acuerdo cómo, cómo se llamaba la, la productora de、no、Inuyaya, pero que no terminó de doblarla, Televix, si no me equivoco. No terminó de doblar la d i n u i a d ya y,、no、y, y Cartoonable haya salido a agarpar él para terminar de doblarla y terminar de darle un fin a la serie, ¿no? Algo parecido hubiese sido. O que incluso, que por ejemplo, Magic, cuando p a s a b a las temporadas de Sailor Moon, no sé, la,、eh, la productora Toei haya dicho no, por ejemplo, llegamos hasta Super S y que haya Magic haya ido a pagar para doblar a、eh, Star, que es la última temporada, y darle un cierre. A ese punto fue, tan, fue, fue más importante este CTV. Pero bueno, por las malas decisiones de Magic. Bueno, eso, de eso quería hablar también. Creo que es una cuestión de. Perdón, Sandy, que te interrumpa, pero yo creo que es una cuestión de costos, de inversión que tiene cada canal. Por ahí le salía más barato a Magic comprar, por ejemplo, en el caso de Conan, este, los 62, perdón, eran capítulos que ya estaban doblados. De s g u a l manera, 64, que、eh, pagar el doblaje nuevo.、Eh, lo mismo. Perdón, pasó Diego, por el... pero. Acá, acá empieza la disputa, pero te puedo, asegurar, te puedo asegurar que la gente que manejaba Magic, muy a mi pesar, no tenía ni la más puta idea de lo que estaba haciendo, realmente. Hay declaraciones incluso de Jorge Contreras, cuando recién empezó Magic, diciendo que yo venía del periodismo, pero de investigación, de hacer otra cosa totalmente distinta. Y le dijeron: Mira, este proyecto es tuyo, armalo, h a c e l o Y el tipo se encontró con un terreno totalmente nuevo que fue viendo sobre la marcha. Por eso te puedo asegurar que lo que h a c í a en el Malle fue pura coincidencia y pura casualidad. No tenían ni la más pálida idea lo que estaban haciendo. Fue un golpe、claro, claro. de suerte. Se la creyeron,、totalmente. se la creyeron como: Ah, sí, eh. Como el típico argentino, básicamente. de Soy e r e f o r o n g a me la creo, tengo un poquito de guita, me va bien, pum, me voy arriba, se fue arriba, vino Cartoon Network, le cortó el bacalao y le hizo mierda. Claro, sí, sí, totalmente. Podemos hablar、hey. también de que la serie ya era exitosa y se podía. Las,、eh, perdón, la, la señal ya era exitosa en Argentina y alrededor del mundo porque algunos,、eh, claro, operadores de. Eh, Uruguay, bueno, esto lo contó Mati y Salazar en un off, pero lo podés contar vos también, Mati.、Sí. Hay mucha gente que ya conocía, bueno, Hernán, vos también, ya conocían al Magic antes de que se haga pan regional. Claro, entonces el Magic que les llevaron cuando fueron pan r regional era totalmente distinto. Eso está en la lista, no sé si quieren que lo charlemos ahora o no, ya que estamos en este hilo, no sé si les parece bien,、sí. pero por ahí yo empezaría a atacar como explicar. O tratar de entender en el contexto en el cual nace Magic, no en el contexto, contexto perdón,、eh, país, sociedad y demás. Vamos un poquito para atrás. En el año 89, como muchos saben, hubo una hiperinflación en el país, en el cual, con el gobierno de Menem en el año 90, se hace、eh, la ley de convertibilidad de un peso a un dólar y ahí empieza todo ese mundo de maravilla, de los sueños, básicamente. Que empieza a vivir una realidad paralela a la, a la realidad del país, ¿no?、Eh, en lo que consistía básicamente que un peso valía a un dólar. Al, hoy algo totalmente impensado, loquísimo para, para, para el país, ¿no? Pero en ese momento, bueno, se hizo esa ley, se tuvo que vender toda la Argentina, básicamente, por eso pues, te, termina explotando todo en el 2001. Pero en ese momento, en el mundo de, de, de, de maravillas ¿no? que se vivía, El, el país empezó como a tener este tipo de crecimiento, s ¿no? empezaron a b e r muchas señales, hablando de la televisión, ¿no? Mucho más, eh, muchas más señales locales, muchas、eh, productoras locales que empezaron a generar todo este tipo de, con, de, de contenido. Relacionado a Magic, bueno, nace Pramer、eh, junto con Promofin, si Mati no.、Uh -huh. eh, sí,、si、también. Mati no, si, también nace. Si, si me avala, Lili. Sí, sí, sí. También nace Imagen Satelital, otra enorme productora. Otra enorme productora que, que tuvo su, su muchos canales conocidos como ISAT, Space, muchos. Después、eh, la compra todo, Turner. Claro, después la compra Turner. Todas surgieron a partir de la convertibilidad. Todas. En el año 94-95, ¿sí? en, en, en el auge de la convertibilidad, en donde acceder a un dólar era como ir a,、no、sé, ir a comer un peso en un kiosco. Era muy fácil y era muy fácil salir afuera a comprar, porque lo que ganabas en peso s lo, lo podías gastar en dólares. Era muy sencillo. Magic se pensó justamente con esa ideología ¿no? de crear un canal para chicos, para un público de entre, entre 6 y 8 años en principio. Eh, en donde todo, absolutamente todo se ha enlatado. ¿Sí? Entonces, de repente encontramos una, una programación en el, primero, en el primer año y medio, en donde eran todos enlatados. Donde tenías, eh, eh, bueno, los primeros a n i m e s que llegaron, que fueron los Ganesos de Agua y c e r o Moon. Mati ayudó un poco con las primeras series.、Eh, Hijitos pasaron, pasaron Tom m y c h e r r y pasaron Alvin y las Ardillas,、no、pasaron Garfield,、eh, La Bandera Rosa y X-Men. Sí, pasaron la, sí, y pasaron muchas cosas de Marvel p al s a a r o n principio. Sí, y acá quiero traer algo muy interesante. Que en esta primera época, año y medio, porque cuando empieza a jugar con Hugo, empieza como otra era de, de, del canal. Pero quiero llegar, quiero detenerme antes. Algo muy interesante pasa que Magic trae de estreno a las series de Nickelodeon. En donde la primera serie que pasa fue Rugrats y la otra Dugnarinas. e n t r e el 90, verdad, 95、sí. y 96. ¿Pero por qué? Porque、eh, Nickelodeon, si Mati me avala también, llega entre el 96 y 97. m a s h ya tenía、sí. un año y medio de ventaja y entonces cuando trae todo este contenido para explotarlo acá en el país. Trae las series que se están viendo、eh, en, en el resto de Latinoamérica, siquiera o en México, Morelli, que ya estaba、eh, Nickelodeon, pero para verlo acá, para, para, para explotarlo acá. Entonces era todo enlatado. Luego se empezó como a ver cómo podemos、eh, no, no, no, no abaratar costo, pero sí como hacer algo más local. Y ahí se nace la p r i m e r producción propia, obviamente basado en un formato、eh, extranjero. Pero nace、eh, a c u a r con uno una apuesta muy grande que le fue muy bien al canal, pero ahí creo que marca como, como el cambio del canal que fue、eh, siendo progresivo en el correr de los años. Ya dejó de ser 100%、bueno, sí, enlatado.、Sí, bueno, recordemos que a todos los canales en todos los países siempre viene algún representante de、eh, ya sea t u r n e r la empresa que sea STI que es, o no, bueno, me olvidé el nombre de la empresa que hace los juegos interactivos. Y、este. con un.、Eh, bueno, esa. Y les ofrece a cada、eh, director del, del área de archivo del, del canal o de contenidos este, su catálogo para que elijan,、eh, bueno, para venderles en este caso、eh, formatosos y enlatados. Y por supuesto, Magic no solamente compró los mejores enlatados, sino que también los mejores formatos que, de, o sea, tenerlos de valor 1 a 1 a 3 a 1. No, yo no creo que no, yo creo que no hubieran podido comprarlos este, si la crisis hubiera sucedido antes. Totalmente.、Claro. En, en, en ese momento, incluso, a, ¿por qué te decía eh, Diego eh, de que la gente que lavora Magic no lo tenía la más pálida idea? Primero, por esto que te comentaba de, bueno, de quién, a mano de quién nace, Magic nace a mano de. Eh, en realidad, el dueño era Hernán Ucle, Ucle, Ucle no sé cuánto. Era、si no er, un Kenyan, algo así. Eh, eh, exactamente,、Ay. que, era, que era, era uno de los accionistas de, de América TV, incluso. e o s a muy grossa.、Eh, era... ¿Cómo?、Sí. No, no, digo que es,、eh, poder, es poderoso, Bornequian.、Eh, creo sí, que sí. es uno de los. ¿Es dueño de Parfit, puede ser? No, ese es Jorge Fontevequia.、Sí, eh, es el,、ah, uno de los dueños、época. de Aeropuertos Argentina 2000. Ah,、eh, claro, claro, sí, sí. Sí, sí. En, en esa época había como una especie de De, de unión entre Pramer, Cablevisión, TCI y América. Eran como que los tres tenían algo que ver, estaban vinculados. Así es.、Claro. Sí, sí. Bueno, a r r a n t r ó con ellos. Perdón, y no sé si te、sí. acordás e esa conversación que tuvimos con el locutor del Magic, una de las、sí. primeras entrevistas, que、sí. creo que había dicho que no se iba a llamar Magic Kids. ¿Cómo,、si no. ya, ¿cómo se iba a llamar? No, ¿No se iba a llamar Rock and Pow Kids algo así? No no, no, no recuerdo, pero no me suena tan,、eh, tan, tan, logico, no、me suena tan, tan lógico, tan loco, dado de que Magic salió con dos señales eh, en, eh, en el mismo tiempo. Nació Magic k i d y Magic Club, para ver cuál funcionaba, porque los dos tenían como temáticas parecidas. Nada más que Magic k i d en marzo de ese mismo año, de 95 en el lanzamiento, Salió con otra programación y terminó de desplazar a, a, a, a Magic Club. Y、de、también、Magic. no nos olvidemos、uh -huh. de Nick. Claro, era un Magic, pero con otros、eh, con otros horarios. Exactamente, por eso digo, no me suena tan loco que tenga otro nombre, dado estas como tramoyas o, o, o, o intentos de a ver qué era lo que funcionaba que hicieron durante los primeros, tres, los primeros dos meses, hasta marzo, que ya se quedó Magic. Eh, y, y después hizo la primera gran apuesta extranjera que trajo los Caballeros Zodíaco en junio del 95. Encima, encima、eh, bueno, también hablar de que c a b l i n por ejemplo, también tenía su tramoya porque Rocket también era el canal El canal Conejillo a a n l c de Indias de, de c a b l i n Y si no me equivoco, en el 95 no solo lo pasaba, o sea, en el 95-96 hubo este choque. De las tres señales de pasar los caballeros del zodíaco al mismo tiempo, Cablin y Magic, y en el 96 el l o r Moon lo pasaban los tres canales: Cablin,、eh, b i g y Magic. Los tres al mismo tiempo. Es verdad. Sí. Y hasta el 99, bueno, en el 99 solamente el, ya Magic la pasaba solamente、eh, en el club del anime, pero no olvidemos que el l o r Moon también se pasó en Azurtoon, Canal 9. También lo mismo con el chavo, y bueno, Sabrina, pero eso ya sería otro tópico, de eso Dito lo sabe. Júpiter, Azul, sí. Nickelodeon. Sí, sí, y t e l e f e después. t e l e f e después, cuatro canales. Así es, cuando、eh, Azul vuelve a, ser, vuelve a ser canal 9, porque lo compra a Dad, t e l e f e empieza. No, perdón. Terminan,、eh, sacan del aire un programa que se llamaba、eh, Jardín Azul, que iba los sábados y domingos y los lunes y viernes también a la mañana. Y ponen,、Hola. lo primero que ponen lo p r i m es r o ponen que e Sabrina la, la Bruja Adolescente, la quinta temporada. Que tipo, yo veía todas las mañanas Jardín Azul, a propósito, porque me encantaba. Y, opa, a Sabrina también、eh, me, me encantaba, también, pero bueno, no, siempre la ponía y la sacaban todo el tiempo del aire. Y,、eh, tipo, al año siguiente ya Telefe la incorpora en su, en su catálogo y la empieza a pasar a las 3 de la tarde. 3 de la tarde, después, bueno, va, va rotando los horarios. Este, es recuerdo、increíble. también que lo pasaban a las 11 de la mañana. Perdón, es, sí. Es, sí, no,、eh, un pequeño comentario. Es increíble cómo en esa época esto se podía hacer de que dos canales de televisión al mismo tiempo pagaban licencia para una misma serie. Sí. Se ve que era algo que se podía hacer. Hoy sería impensado que, no sé, Telefe y Canal 13 pasasen al mismo tiempo Dragon Ball Z.、Porque、no, t a l n t No, es, no es llevarlo es más actual, que, que dos canales, ponerle que Canal 13 y, y Telefe te pasa Doctor Milagro. O sea, claro, sería como algo claro, impensable. i m p e n s a d o Pero me parece que ahí tiene más que ver、eh, a, a qué público o el alcance que quería tener la productora. ¿Sí? Porque tengamos en cuenta que no, no era lo mismo、eh, el precio para pasarlo por exclusividad para todo el país o para toda Latinoamérica o pagar una simple licencia en donde yo lo paso pero no tengo exclusividad de nada. Tengamos en cuenta que todo lo que compraba Dragon,、eh, lo que, todo lo que compraba Cartoon Network no podía ser por, pasado por otro canal dentro de la región,、eh, como qué sé yo, Magic, y compraba solamente. La señal que, que, que, perdón,、eh, que, que compraba la serie adquiría el derecho para pasarla, pero no pasaba por ninguna exclusividad, porque veíamos que Dragon Ball Z también te lo pasaban en, en Magic, también lo pasaban en, en Azutun, Sailor Moon, lo mismo,、eh, Pokémon, lo, lo mismo. mismo. Sí, Pokémon, lo Pokémon mismo. Pokémon pasó otra cosa, igual. Si quieren, lo, lo hablamos, pero con Pokémon pasó algo muy interesante. c o n t e n g a m o s en cuenta que, sí, tengamos te en cuenta que Pokémon. Nació de un, de un videojuego en el cual es el primer anime donde hizo todo al revés. Nació de un videojuego, después salió el anime y después salió el manga. Cuando en realidad siempre es al revés: el manga, anime y videojuego. ¿sí? Bueno,、eh, Pokémon llega acá,、eh, Pokémon, el, anime, el, el juego es del 95-96, el anime es del 97. Eh, y acá llega、eh, a Latinoamérica en el 98 que se dobla. Particularmente, el primer país de Latinoamérica que lo pasa, obviamente fue México, porque s、sí, que donde se hacía el doblaje siempre t i e n e n la exclusividad. Pero seis meses después ya lo podían pasar otros canales. Sería como el primer barra segundo canal que lo pasó en toda Latinoamérica. Fue Magic. Pero, ¿qué pasó ahí?、O、fue Azul. No, no fue el, el Primero fue Magic y después fue Azul. ¿Pero qué pasó ahí? A ver, el fin de la serie animada de Pokémon era vender el, todo el merchandising, sean lo, lo, los muñecos y, particularmente, el videojuego, la Game Boy, s í algo muy importante para Nintendo, una innovación dentro de la industria de videojuegos, en donde tenía un, un mercado muy importante para, para, para explotar en cuanto a lo que era Pokémon. s í Entonces, cuando Top Kiss, o sea, el que distribuía Pokémon, Nintendo lo que le dice es: le dice, no, pero estás negociando con cada canal de cada país para ver dónde la pasás, cuándo la pasás y a qué precio la vendés. Mejor vendéselo a un solo canal, a un solo canal que sea pan regional, que sea que esté disponible en toda la región, vendéselo a ese sola y que, se lo, y, y que lo pase. Después, si se、si, si、lo querés vender a alguno que otro, bueno, tío, t a pasalo. Pero que tu principal eje sea un canal pan regional que te lo pase en toda la región. Entonces, es así como Magic deja de, obligatoriamente de pasar Pokémon para que la empiece a pasar en su primer anime de la historia, Cartoon Network. Un, un canal que se estaba instalando Re recientemente en todo el, con todo el continente、eh, eh, eh, hispanoamericano. Llega a este acuerdo con Nintendo, por decirlo de alguna manera, y empieza a pasar. Pokémon. Después, Pokémon siguió en Azultoon, siguió también en América, pero gradualmente fue desapareciendo hasta que en el único canal que quedó disponible fue para, Cartoon, fue para Pokémon para, para, para, para Cartoon Network, justamente. Que lo pasó、pero、durante ahí, 20 años. ¿Cómo? Y, pasó, y lo pasó durante 20 años. Pero lo que voy, decir que con Pokémon lo que pasó particularmente fue más una estrategia de negocio. Simplemente eso. Fue como la productora dijo: Che, yo no quiero andar negociando con cada canal de cada país a ver qué i n la pasa y qué i no. n v e n d é s e l a a una solo, que la pasen toda la región y chom, e olvido. Fue algo tan sencillo como eso. Porque、claro. nadie se acuerda Igual... de que a Pokémon lo pasó Magic. Todos se acuerdan es... de que Pokémon lo pasó、eh, Cartoon Network. Eso es verdad. Igual también yo quiero hacer una, una acotación. Porque, por ejemplo, yo siempre, nunca tuve, o sea, hasta el 2010, nunca tuve cable en mi casa, entonces siempre me la pasaba viendo. En qué horario, qué cosa pasaba cada canal. Y América, en el año 2005-2006, haciendo Sapping,、eh, no sé si ya el blog se llamaba Animérica, pero, o sea, sé qué sucedió en ese momento.、Eh, ellos habían adquirido、eh, las, no sé, sexta, séptima temporada de Pokémon. No me acuerdo ahora los números. Pero estaban pasando Pokémon en América. Te lo han pasado、sí. muy poco tiempo. Bueno, alguien más lo recuerda, entonces lo recordamos también. Sí, sí, sí, sí. No, no, es que, es que por eso es te lo. s tres... Te lo traje、eh, después con el tiempo. A ver, el primero acá en Argentina fue、eh, m a g i c Después fue Cartoon Network. Después lo pasó a Sultún. Después lo sacaron, quedó solamente para Cartoon. Y después, no sé, de esas cosas raras que pasan en la vida, lo empezó a pasar a América, pero fue pero muy leve, fue como muy corto el, el, el tiempo que lo pasaron. Habrán sido Así es. dos, tres,、Poquita. cuatro meses con toda la furia. Sí, sí. sí, sí、eh, muy p o q u i t Pero sí, sí, sí. Yo lo veía cuando lo descubrí, lo empecé a ver todos los fines de semana este, hasta que no lo pasaron más, obvio. Sí, y, y bueno, después ya claramente se habla de una exclusividad cuando ya directamente no lo pasa en ningún otro canal, se pasa solamente en Cartoon Network y la serie vieja incluso la pasaban en t u n c a s t creo. Así es, hasta, hasta hace muy poco, hasta hace un par de años. Yo recuerdo y, que en una época, insisto, ya siendo más adelante en el tiempo. Solían convivir, creo que esto fue en el año 2001, todos los tanques de Magic, más o menos en horarios nocturnos, uno atrás del otro. Esto es, estaba por ejemplo, desde las 10 de la noche, pasaba por ejemplo, no sé, ponele Ramón Media, y 10 y media, Caballeros, 11 de la noche, Transformers, 11 y media, otro anime, 12 de la noche, Dragon Ball Z, 12 y media, otra cerebrosa, 1 de la mañana, Ramón Medio. Uno atrás de otro. Bien. Esa época,、eh, Santi, en realidad es como la época dorada de Magic, se podría decir, en donde justamente pasa lo, pasó lo que vos dijiste. Todos los tanques grosos que en algún momento pasó el canal sacándose el o r m o o n convivían en la misma programación. Entonces, tenías a, la, a las perdón, a las 10 de la noche tenías Rama. A las 10 y media cayó el Zodiaco. A las 11, eh, eh, Slayer. A las once y media tenías Detective Conan o al revés. A las doce tenías、eh, Dragon Ball Z. doce y media estaba Slam d u n k Y creo que a l a una por ahí andaba e Scaflón. O sea, tenías tres, cuatro horas así, pum, al hilo. Con todos esos tanques, pero que era espectacular, era genial de e s e p r o g r a m ¿sí? a Acá Cosme Felinito dice: Tengo mensajes para compartir, por ejemplo,、eh, dice acá Alejandro Mendoza: Pasaban Pokémon en Toon el año pasado. Esto es Tooncast. Cosme Felinito dice: Los 90, y esto es genial, dice: La época en la que cualquier cosa tenía o su propia revista o su propio elfajor. Me parece brillante este mensaje. a l e j a n d r o Mendoza dice:、sí. Sonic y las tortugas Ninja. Qué b u mensaje. Totalmente. Y Cosme Felinito dice: Pokémon pasó un tiempo por Telefe. Mi primo en esa época miraba Pokémon en t e l e f e Cartoon Network y Tooncast, dice. ¿En qué año?、Sí. Eh, que lo diga. e t e l e f e pasó, pasó varios, varios animes en la época de ZTV, ¿verdad? es Me olvidé de este detalle.、Eh, en el 2000, te digo, a ver. 2011. 2012, 2011, 2012. Te diría más 2012 porque el primer, el primer anime que pasó en su historia, básicamente. Eh, Telefe fue Dragon b a l l Z que esto fue en el 2012.、Eh, sí, después sí. vino Sailor Moon. Y después vinieron un par más, que vino Pokémon. Y después vino Uyaya. No,、eh, te、barbaro. corrijo. Te corrijo. Telefe、sí. pasó s u p e r c a m p e ó o s u p e r c a m p e o n e s en el 93. Ah, tenés razón. Tenés razón. Tenés razón. Es, sí, sí. Tenés razón. Pasaban, los sí, sí. Pasaban los pitufos y los supercampeones. Fue en el 94, me parece. Ah, bueno. No, A las cuatro y media, creo que pasaban eh, eh, los supercampeones. Tenés razón, Mati. Tenés razón. Sí, claro, sí. de ahí se les habrá ocurrido la idea de hacer cebollitas. Puede ser. ¿Quién te dice? Y mirá, estabas en el auge de l fútbol.、Eh, ¿cuándo, cuándo, ¿Cuándo se vino el, el, el mundial de los noventa? ¿Qué fue? ¿94 o 98? 94 o 98, claro.、Sí. Y cebollitas se atravesó. Tiene del noventa y seis, pero、eh, cebollitas atravesó hasta el noventa y ocho. Creo que terminó en el noventa y nueve, puede ser. O sea, son dos temporadas, pero largas. Oh. ¿Y cómo nunca más se d i o no? Bueno. Medianamente y... algunas cosas grandes, por ejemplo, Chiquititas, se repitió, se ve, o sea, está vigente hoy. Si vos lo buscás, está. Cebollitas no hay nada. Sí. ¿O sí? Cebollitas,、eh, sí, t e l e f é subió、eh, a su canal de YouTube la mitad de la. Creo que está la primera temporada y algunos capítulos de la segunda. O sea, no está completa su vida. Es una de las pocas series que yo vi que está incompleta. Eso, bueno, por supuesto, porque utilizan、eh, copias de máster que se usaron para Telefín Internacional. Quizás Telefín Internacional no la pasó completa y、eh, ellos usaron solo esas copias. Pero, por ejemplo,、eh, hay como decisiones、eh, importantes empresariales donde, por ejemplo, se、si、quiere destacar más un producto que otro. Y eso, por ejemplo, yo lo hablaba con、eh, Rodolfo Multuberria, el dibujante y creador de Dibu. Y él nos contaba, bueno, me contaba a mí, que.、Eh, O sea, en ese momento,、eh, el programa más importante que tenía la gerencia artística del canal era Chiquititas. O sea,、eh, mi familia es un dibujo、eh, y cebollitas. Si, tenía, si sacaban productos、eh, derivados o lo que sea,、eh, lo hacían, pero no eran、eh, de, de mucha calidad y no era la prioridad del canal. La prioridad del canal era Chiquititas. Obviamente, por razones lógicas que ya sabemos todos. O sea, si yo soy、eh, el director artístico y mi, pa, mi, mi hija y mi. Ex mujer, están produciendo un éxito. Yo voy a hacer todo lo posible para poner todo. O sea, está mal, ¿no? Pero bueno. O sea, ese fue el objetivo. Por eso, quizás también no les importa. O sea, por ejemplo, Chiquititas es el único programa de los 90 que tiene su propio canal oficial d e YouTube. O sea,、claro. no, sucede, no sucede con Cebollitas, no sucede con Mi Familia es un dibujo, no sucede con ninguno. Solamente con Chiquititas. Y por supuesto, obviamente, la, la temporada 2006 es la temporada que. Este, más reproducciones tiene porque es la más actual y abarca,、eh, o sea, a, a las generaciones que después también vieron Casi Ángeles y siguen, por ejemplo, a l a d i c e Pósito. Diego, sí. Cuando, por ejemplo, no se creaban estos productos que, claramente,、eh, y obviamente venían de Cristo Morena, ¿no? Pero cuando se creaban, ya estaban pensados para, para ser emitidos por algún canal, ya había un acuerdo con algún canal. O, o Cris Morena, como que la producía, la escribía, hacía todo y después decidía a quién se lo vendía. ¿Ya había una alianza a, a anterior a, a, a la venta del producto? Mira, en el caso de los primeros 10 años pro, como productora,、eh, ella era empleada de t e l e f e Así que、Ajá. todo lo que hizo para t e l e f e de hecho, por ejemplo, lo que es eh, Cebollitas,、eh, t a m b i é n es un dibujo y otros programas, ella, por ejemplo, hizo la música, pero ella no produjo esos programas. O sea, por ejemplo, siempre se la confunde y se cree que. Cebollitas también es de ella, por ejemplo. O n f a m i l y es un dibujo. No. Pero la música sí es de ella. Después, por ejemplo, este, lo que es、eh, decisiones artísticas de este, esto de, lo, de las pelotitas de Telefé en los institucionales que tenían bracitos y piernitas, por ejemplo, eso sí es, es, es decisión de ella porque ella también aportaba ideas para la parte artística de los institucionales.、Y、por grosa, supuesto, también podemos. s p u e d e meterse a eso en el canal? Sí, sí, sí. Muy grosa. Porque aparte tenés que explicarle a empresarios españoles. Cómo tu idea va a funcionar en un momento en el que ni siquiera podías hacer un boceto con la computadora, porque eso no, qué sé yo, o un editado básico con la computadora, porque no, no existía la tecnología para que tu casa lo puedas hacer. Pero digamos, claro, este,、okay. ella, ella este, digamos, lo hacía, y obviamente también era la época donde los institucionales tenían música también, entonces este, toda la、y、música. Empezaron a hacer 3D. También. también. Pero, digamos, por ejemplo, estaban también los institucionales, el famoso institucional de,、eh, de cuando llevan a, este, a todo el equipo de t e l e f ó n i a al Espacio, por ejemplo, que es muy recordado. Y de hecho,、eh, Gustavo Jankelevich, el, el año pasado en la pandemia, compartió el, la, la, la, el video que yo había subido de Misiones 90. Y después t e l e f e decidió, para el Día del Amigo, resubir, remasterizado el,、eh, todo ese institucional en t e l e、eh, f e c o m Pero, por ejemplo, digamos, este, son, es la época también donde había mucha plata en los institucionales, algo que también lo hablamos este, en el off para todos los que nos están escuchando con s a n t i y con todos los chicos, este, que u en o que en Turquía, por ejemplo, le ponen mucha plata y acá ya no. Pero bueno, le podemos sumar también que la música que a veces se cantaba ahí también es de Cris y de Carlos Nilsson.、Eh, ¿Y cómo es? ¿Y lo que pasa? Bueno, y te respondo esto, así dejo de hablar. <risa> este, cuando ella tiene un problema con、eh, Claudio Villarruel. Que era el director artístico de Telefé desde el 99 al 2009. En el 2001,、eh, por una cuestión que, a ver, Chiquititas era el programa más caro del, del canal, tenía este, doble producción porque se hacía acá en Argentina para Brasil y también para México. Bueno, se hizo un tiempo, después no se hizo más, pero se hacía, tenía doble elenco,、eh, había chicos brasileños y familias brasileñas viviendo acá, tenían doble decorado y, por supuesto, obviamente, el programa era rendidor, por eso se hacía. Pero bueno, ellos ya venían viendo, o ya sabían que iba a pasar en diciembre, entonces ya en、eh, marzo, abril, mayo,、pues、suena re loco decir esto, o i n c l u s i v e antes, ellos ya sabían que no podían disponer de tanto, de tanto gasto. Y bueno, Chris,、eh, hubo algunas cuestiones internas de las cuales ella no estuvo de acuerdo. El programa dejó de ir de lunes a viernes、eh, como estreno y solamente se hicieron 10 capítulos estreno. Fue la primera temporada, la séptima. La primera temporada que en vez de hacer 150 capítulos o 175, hizo 10 estrenos y después hizo una, segu <coughs> perdón, una segunda serie que fue de lunes a viernes, que se llamó Chiquititas la Historia, que es la que en realidad está subida como séptima temporada en el canal oficial de Chiquititas, pero que no es la séptima temporada oficial, o sea, es, como un, es como una segunda serie, digamos, donde los ponían a los chicos a grabar cómo contaban la primera temporada. Ellos presentaban una escena. Y después ponían el máster de los capítulos de la primera temporada del 95. Bueno, eso lo hicieron durante 4 o 5 meses. Desde marzo, 5 o 6 meses. Desde marzo, no voy a contar, hasta septiembre, más o menos. Y los domingos, en mayo, de mayo a agosto, estrenaron los 10 capítulos nuevos.、Eh, y obviamente todo esto lo hicieron más o menos cercano a julio, porque ahí estrenaron la película de Chiquititas en todos los cines. Pero a lo que voy con esto es que, bueno, en agosto. s e p Termina i m b e e t r el contrato con, con Telefe. Chris se queda sin canal y、eh, aparece un empresario muy importante que es el mismo empresario que este,、eh, distribuyó el programa de y u s h a y de Chiquititas、eh, en Israel. Shair es Dory, ¿no es?、Eh. Así es. Yo,、eh, ¿sabes q u e Tengo una duda porque parece que s a i r es su asistente y d o r i es él. O sea, no me acuerdo.、Ah, Perdón, d o r i creo que si los estás escuchando, no creo igual. No me estoy acordando del nombre completo de Dory. Pero bueno, Dory fue el que le dijo a Cris: h Mira,、eh, te quedaste sin canal. Bueno, no te preocupes. Como él se estaba haciendo millonario con la venta de la lata de chiquititas en Israel, a p a r t e e r a un boom allá, una, explotó. Este, le dijo: Bueno, vos tenés una idea, yo pongo la plata y hacemos esa idea. ¿Y cuál era la idea? La idea ya la venía teniendo hace un tiempo y probablemente era una idea que iba a salir en t e l e f e Pero bueno, después, por todo esto, no, no sucedió. Este, ella quería hacer un programa para adolescentes con los chicos que salgan de Chiquititas. Y ya había pensado algo con el concepto de los rebeldes. Este, de hecho, sale una nota de Clarín donde ya, tipo,、eh, ya ella empieza l l a e a hablar de este proyecto nuevo. Ya sabe cuáles van a ser los cuatro protagonistas: Que eran este, Felipe Colombo, Camila Bordonaba, Luisana Lopilato y Benjamín Rojas, de Chiquititas, los cuatro más importantes de Chiquititas.、Eh, ella arma este proyecto y empieza a hablar con los distintos canales. Con Canal 13, Canal 13 no le compra la lata.、Eh, con América, tampoco. Y ahora sí, o sea, en esta primera etapa,、eh, Canal 9, Azul Televisión, compra la lata. Y bueno, y sale, se estrena Rebelde w a y en el año 2002, en mayo del 2002,、eh, el 27 de mayo, creo, este, a las 8 de la noche, en horario prime time. Es la primera vez que, excepto, ¿no? Verano del 98 y, y、eh, Queremos, que es el gran o m i l i t a r i o ¿Cómo, cómo? ¿Cómo? Se va a cortar, d i g o para sí, que no te quede. n Muy bien, Hernán, es lo que iba a decir. Vamos a hacer una cosa. Está muy interesante lo que estás、no. contando de, de cómo sí, se. Sí, Diego, yo estoy re, re, re al hilo, Diego. Vamos a hacer、el、una tengo cosa. Hay muchas cosas para cortar. Se está por cortar el Zoom, vamos a pasar un poco de música y retomamos.、Eh. Quédate con, con eso que nos estabas contando, que allá en un ratito estamos de vuelta. ¿Sí? Bueno, bueno, muy bien. Muy bien, estamos aquí con todos los amigos de Proyecto Magic Kids, armando justamente esta noche donde compartimos、eh, estas cuestiones sobre nuestra infancia, ¿no? Y llegan mensajes, claro, porque por ejemplo acá Cosme Ferinito dice que、eh, Dragon b a l l Z se pasó en 2012-2013, lo mismo Pokémon. Dragon b a l l Z se estrenó en Telefe el 7 u 8 de junio de 2012, por ahí. En los 90 Telefe dice Alejandro Mendoza: Era el mundo de Disney con Leonardo Greco, totalmente, que iba a la noche. Bueno, bien, van llegando mensajes al 11 25 36 48 14. Nosotros lo que vamos a hacer, v a a s e r pasar un poco de música y en instantes estamos de vuelta. Pausa, acá en Magic Kids FM. ベビーシック。 Zodíaco, brilla junto a tus héroes favoritos en esta serie que d a que hablar. Acá, por supuesto, en Magic Kids. El mayor descubrimiento del siglo, el DeLorean, el auto máquina del tiempo está en el Magic. Subiste y viví las más espectaculares aventuras a través de los siglos. Volver al futuro. Una serie apasionante. No te la podés perder. Lo mejor. Siempre en Magic Key. Estrenamos un juego nuevo. Hugo vuelve de las vacaciones con todas las ganas de jugarlo con vos en sus dos emisiones diarias. A jugar con Hugo y los juegos interactivos más entretenidos. Acá, siempre por Magic Kids. Algo grande para los chicos. El deseo de destrucción está latente, pero los guerreros invencibles se encargarán de este potencial peligro. Prepárate, Dragon Ball Z, energía y poder ilimitados. La mayor acción está acá, en Magic Kids. Para estar a salvo de las molestas costumbres de sus vecinos, prefieren quedarse en casa. Igual, los míos sobran. Con t o f r e d todos los días a las veinte, claro, en v a l l e c i t e s Algo grande para los chicos. danos Tu mensaje de WhatsApp: 11-2536-4814. 11-2536-4814. Magic Kids FM: Crecimos con vos. Otro trago de café y la noche sigue. 1 y 19. Y aquí estamos, s ¿eh? Saludamos a la gente que nos manda. Mensajes e l amigo Gustavo Pellini que está escuchándonos acá.、Eh, dice acá, amigo de la casa. Dice: ¿Sabes qué? De chico yo jugaba,、eh, jugaba con el Atari. Esta radio me hace acordar la radio Panda. Tremendo amigo de las publicidades. Me acuerdo de este canal. ¿Qué es así las 24 horas? ¿De dónde sale?、Eh, aquí estamos. eh, Vamos de a poco. Abrazo, Gustavo querido. Un amigo de la casa que también tenemos acá con, con Matías. Eh, abrazo a la gente de Play Radio también, desde ya, por supuesto, Radio de Música Electrónica y colega. ¿Qué más tenemos? Dice acá, por ejemplo, Cosme Felinito. Algo que recuerdo es que en 2011 Telefe se la pasó emitiendo repeticiones de varios programas viejos, como Mi Familia es un dibujo, 100% l u c h a chiquititas por el mundo, la niñera argentina y s z o bichos.、Eh, f e y nos manda corazones. Alejandro Mendoza, Cosme la niñera con Flor Peña fracaso, dice acá. Y nosotros, acá estamos,、eh, con. Diego Morales con Hernán Molina y con Matías Salazar para hablar de esto que tanto nos gusta, que es la n e r d e n c i a y、eh, Magic Kids. Y sigo apegado a la agenda que nos propone Diego para hablar de diferentes cosas. Ya hemos hablado de、eh, la eliminación de personajes con la ley de etiquetado, hemos hablado también de la desaparición de Boomerang por cartunito y、eh, también de,、eh, de, bueno, de muchas cosas más. ¿no? Mati, ¿todo bien? ¿Cómo anda todo por allá? Todo bien, acá, tranqui. Le mandamos un、Tomando、saludo. a Tomando la cocucha. Le mandamos un saludo a Gustavo Pellini. Un grande, un, un ídolo. Un grande, un ídolo. El, no, no, no vas a encontrar a alguien que sepa más de radio que esa persona. Totalmente. Él es la, la radio en su más puro estado. Totalmente. Le mandamos un cariño muy grande a él y a todos los amigos de Play Radio, Frecuencia Electrónica, Play Radio. Búsquenlos y van a encontrarse con una fiesta espectacular. Diego,、eh, todo tuyo. Bueno, bueno, chicos, yo también estoy tomando una cocucha. <ríe> no importa, no, no nos van a pagar, así que podemos decirlo igual.、Eh, bueno, estaba, les estaba comentando que el primer programa que en realidad Chris empezó a vender y se hizo sin canal fue Rebelde w a y Que si bien Canal 13 lo rechazó y otros canales también lo rechazaron,、eh, fue un éxito. Y fue un éxito、eh, pese a todos los problemas que tuvo. El programa. Pero... Perdón, sí. Yo quiero hacer ese, ese paréntesis, Diego, que estamos hablando acá en e n tras d de escena de, de che, qué mala leche o qué pelotudo s que son Canal 13 que se perdió más de un éxito. Si、sí, no es la primera vez que le pasó, le pasó en el 91, 90 con, con Los Simpsons, que Fox, cuando trae Los Simpsons a, a Argentina. A Latinoamérica, siquiera, pero bueno, particularmente a Argentina. El primer canal que se lo ofrece fue a Canal 13. Canal 13 le dice que no, que ni en pedo iba a pasar esta serie tan mediocre. Así fue como la. Como la. como la,、eh, la catalogó. La Así catalogó, es. Exactamente.、Eh, fue, se la ofreció a, a Telefe Telefe le dijo: Sí, dale, dámela. Se la compró, se la pasó a mandar todo de lunes a viernes a las nueve de la noche y lo hizo mierda. Y ahí hubo más de uno que se, que se quiso pegar un tiro en las bolas. Y por lo, por, lo, por lo que veo, no fue la primera vez, que, o sea, e s a fue la primera vez, pero después lo siguió repitiendo. Y hoy entiendo por qué, durante después de 30 meses, no le puede ganar en rating a t e l e f e porque no hay cabeza, básicamente. No, bueno, en realidad yo voy a contar un off.、Eh, no, no es un off porque está escrito en un libro. Perdón, quiero, que decir, que soy muy fan, de quiero decir algo, soy muy fan de los o f f de Diego.、Eh, y me parece admirable <risa> su. Me parece admirable. su Yo quiero decir esto públicamente. Me parece admirable algo que a mí. Me parece admirable la admiración que tiene por todo lo que es Chris Morena y lo que sabe Chris Morena. Pese a que a mí toda la factoría Chris Morena no me gusta. ¿Se entiende? O sea, me parece que. Sí, sí, sí o sea, me e n t e n e Yo quiero, igual digo, toda la historia de, de, de Chris Morena y demás me parece fascinante.、Eh, más que las propias series. Así que de acá me quito el sombrero. Bueno, muchas gracias. La, bueno, yo igual soy admirador de. Tuyo y de todas las... La, y, y ustedes también, chicos, de todas las acotaciones que a mí se me pierden de este, la versión de, de Ramma de Magic, la versión de Ramma de Cartoon, o sea, cosas que, tipo, que vamos a hablar ahora en un ratito, pero que me, que me apasionan y por eso también las pusimos en el tópico, porque me parece que son buenísimas para que la gente sepa. Son esos, este, como、eh, off, que no me sale otra palabra, este, datos que la gente se pierde. Porque no están siempre disponibles a cualquiera, y que el ojo del fan、eh, seguramente ya lo tiene. Entonces, este, nada, compartirlo es, está bueno. Y bueno, y en este caso,、eh, lo que pasó con, con Rebelde Way fue eso. Pero igualmente después Artear se, como que se retractó, porque en el 2010, cuando después de que fallece Romina, Chris cierra temporalmente la productora,、eh, Canal 13,、eh, o sea, Artear, compra los derechos、eh, y las latas de Rebelde Way. Y la, la estrena primero en el 2011 en Volver. Y en el 2012, mientras estaba pasando la segunda temporada en Volver, estrena la primera temporada en Magazine. Y así lo pasan varios años. Tipo,、eh, creo que en el 2014 también se emitió、eh, nuevamente por Volver. Este, obviamente en distintos horarios. Primero, la primera vez se emitió a las、eh, 9 de la noche y después este, a las 5 o 6 de la tarde.、Eh, lo que sí, este, la. La característica de los problemas que tuvo Rebelde w a y no son cosas muy. O sea, sí son normales, en esta, mal, mal, lamentablemente, en esta televisión. Que, por ejemplo, no sé, si hay alguien que no le gusta tu contenido, va a hacer todo lo posible para ponerte palos en el camino y no lo puedas hacer. Este, lo que le pasó a Chris, por ejemplo, fue que en el cambio、eh, de, de dueños de Azul a Canal 9, este, en paralelo también a un problema que tenía con este, el, el Confer, esto lo habíamos hablado antes. Este, eh, hacen eh, alguien de, de la cámara de, de, de, de publicidad, de Cera, ahora me salió, no me sale el nombre, este, hizo un editado con todas las escenas más、eh, polémicas de Rebelde Way y se l a mostraba a todos los opiciantes. ¿Para qué? Para que se le bajaran opiciantes. Entonces, de esa manera, este Rebelde Way tenga que ser levantado. Bueno, eso no logró que suceda eso porque justamente Dory Media, o sea, la empresa Dory Media, Tenía como objetivo hacer el programa acá, que funcione acá también, y después venderlo a Israel y hacer shows allá y ganar plata en dólares. Este, que justamente fue muy bueno ese objetivo, porque lo después le hicieron también con Rincón de Luz, que fue un spin-off de Chiquititas que no funcionó y así todo se vendió allá y fue un éxito igual. Pero, por ejemplo, este, el primer problema fue ese, el de la Cámara de o p i c i a n e、eh, s que trataron de que el programa saliera del aire. Después,、eh, no sé qué problema interno hubo en Canal 9, que hubo、eh, muchas deudas y no podían pagar、eh, el costo de las lata de los capítulos que le habían vendido Rebelde Way. Entonces, mitad del 2002 y, y mitad del 2003, no le pagaron ni un peso, ni un peso por cada lata, por cada capítulo que este, ponía al aire Canal 9 de Rebelde Way y de Rincón de Luz. Entonces, ¿qué pasó? En julio tuvieron que terminar ese contrato. Sacar los programas del aire sin saber a dónde iban a ir, y en América les abren el, el, la puerta y、eh, terminan el año Rincón de Luz y Rebelde Way en América en los horarios primero s que ya estaban pautados en Canal 9, que era 6 de la tarde Rincón de Luz y 8 de la noche Rebelde Way, y después por una cuestión de que no, que no logra este, asentarse en el rating, Rincón de Luz va a las 11 de la mañana. Este, pero bueno, digamos que、eh, todo esto. O sea, ya venían con muchas este, desventajas. También, obviamente, con la contraposición en Israel, que mientras ellos sacaban del aire Rebelde w a y y Rincón de Luz en, en, en Canal 9,、eh, sin saber a dónde iban a ir, en Israel habían hecho más de 15 shows en uno de los estadios más importantes de ahí, que en ese momento se llamaba Nokia Arena. Este, hoy no, no sé qué nombre tiene, pero este, nada, una cantidad de shows alucinante, con no sé cuántas miles de, de personas. Y este, la contraposición acá en Buenos Aires que tenían que levantar el programa y mudar las escenografías todas completas de、eh, Conde, de Canal 9, hasta Estudios Pampa.、Eh, y bueno, y ya al año siguiente, mejor dicho, durante todo el 2003, con todos estos problemas, este, ya la gente de, de Canal 13 se da cuenta que el producto es un éxito igual, aunque salga de Telefé y vaya a Canal 9, a donde sea, tipo, funciona igual, porque es ella el producto, la gallina del huevo de oro. ¿Y qué hacen? Logran firmar para. Que floricienta, que encima, o sea, lo que hace、eh, Chris le pide este, a Suar hacer un trueque. f l o r b e r t o t t i sale de Son Amores de Polka, va para Chris y、eh, él, ella le presta a Luisana para hacer、eh, esta primera ficción que reemplazaba Son Amores en el horario de Primetime, que se llamó Pensionados y que lamentablemente no funcionó.、Eh, pero bueno, digamos, hacen ese trueque con las actrices.、Eh, y además, por supuesto, le dan el horario de las e i e de la tarde. Para estrenar Florecienta en el 2004, que inclusive tampoco había arrancado con un buen rating, estaba con、eh, 8, 9 puntos y terminó el año con, comodísimo, con 15, 16 puntos, picos de 20. Este,、eh, uno de los programas más exitosos también de Canal 13, este, teniendo el antecesor de Amigobios de hacía casi, casi 10 años atrás. Este, pero bueno, digamos que en el 2004、eh, Canal 13 pudo revertir. Esa mala decisión de no comprar Rebel de w a y No solo de no comprar Rebel de w a y así, Way, ejemplo, sino de no comprar muchas cosas. Como se d i j o el 13 cosas, no、claro. compró Los Simpsons cuando inicialmente Fox le había ofrecido al 13 la familia amarilla. Dijeron que no porque era muy adulto, que los chicos no lo iban a entender, qué sé yo. Yankelevich después decide comprarlo más que nada porque un amigo se lo sugirió, porque un amigo que viajó a Estados Unidos le dijo que iba a andar. Anduvo. O sea que, digo, no es la primera vez que el 13 se le pianta un éxito y lo deja salir. En este caso fue al revés. Claro, pero yo creo que porque t e l e f e tiene una cabeza muy particular, sino de pensar en la serie como justamente lo es, en serie. ¿No? O sea, ¿qué pasó?、Eh, Canal 13 l a pensó como un dibujo animado, como que、claro. no iba a gustar a los chicos. A diferencia de t e l e f e que la pensó y dijo. Va a funcionar, la mando en el print time de, de lunes a viernes a las 9 de la noche. No te la mandó a las 5, 6 de la tarde en horario de chicos. Te la mandó como serie grossa, como se pasaba o como se pasó o se sigue pasando, mejor dicho, en Estados Unidos los domingos a las 8 de la noche. Bueno, acá te la pasaban de lunes a viernes a las、eh, 9 de、los、la noche. Los, los viernes. viernes al principio. Los viernes al principio, como unitario y estrenaban dos capítulos. Claro, y... claro. Y... No, sí, perdón, perdón. No e s Sí, sí. sí este, lo veían como un dibujito animado, porque en esa época los dibujitos animados eran dibujitos animados. Y Los sí, Simpsons creo、bien. que rompió el molde, era, era una sitcom, era más. Claro, tenía total, ciertos、totalmente. chistes con dobles empinas. Pero o c u a n d o pasó、eh, Los Simpsons a hacer en un programa En un horario para chicos en Telefe? Fue en el 99-2000 que empezó a pasarla、sí. a las 6 de la tarde. Finales、ah, del 99,、no、ponele. Ponele, ya, claro, ahí s Yo creo que en el verano,、menos. yo creo que ya en el verano, e s tipo e t cuando terminan, tipo chiquititas, esas cosas, como que van reacomodando. Yo me acuerdo que siempre esos programas, así como Este、eh, Comodín, los horarios ya eran los Simpsons, tipo, lo ponían a las 5 o 6 de la tarde. Este, yo recuerdo ese tipo de, de, de, de, de. Sí, como de. Piezas de ajedrez que lo van moviendo. Este, pero sí, este, a, creo que Canal 13 también.、Eh, esto, este Ofki b a a contar. De, hay un libro que n o hicieron a estudiar cuando yo estudiaba producción de televisión. Que en realidad, el libro es muy cuestionado. Es medio como que quienes lo escribieron, como que en realidad no son muy respetados. Pero que se llama、eh, Qué desastre e de la TV y cuenta、eh, por ahí lo, lo, o sea, la historia de la televisión más resumida, ¿no? lo que pasaba en las producciones desde el año 60, 61 hasta el 99. Y lo que contaba es que, bueno, Tiguliermo、eh, tenía como, un, como una. Tiguliermo era el director artístico que ganó el 13 este, en esa época, de la época del 90 hasta el, al, o sea, hasta el 2000.、Eh, y bueno, nada, y él tenía una cabeza que era. Este, o sea, a él no le molestaba ser segundos.、Eh, o sea, ellos no tenían ese problema de ser segundos. Entonces, como que no. O sea, con ese, con ese sentido, digamos, este, no, nunca iban a tener. Nunca iban a estar líderes. Este, no sé también qué acuerdos habrán, hechos, habrán hecho entre, entre directores artísticos de los canales, pero en realidad este, la, la, el, el que sí este, iba a la guerra siempre era Romay. Este, Romay, inclusive hasta los últimos años, antes de vender el canal, este, tenía como esta cosa de: bueno, ¿quién tiene la exclusiva de este, El Cenicerazo de Susana? Bueno, no lo tuvo Telefe. la Tuvo hora clave en Canal 9. Perdón, me Entonces... pongo d estoy pie, perdón, me e poniendo de pie por el señor Elzar de la televisión, Alejandro Romay. Yo me pongo de pie en este preciso momento, lo quiero decir. Muchas gracias. s a p l a u s o s Romay diciendo a pantalla: hágase una promesa, celebrar el Año Nuevo con alegría, con ritmo, con entusiasmo, con fervor, sin estridencia, sin contrariarse. Pero, por favor, Dígale no al petardo, dígale no al cohete, dígale no a la cañita pescadora. Usted sea el responsable. <risa> piense en、Hijo、su familia,、piso. piense en sus hijos. Romay era un grande que, además de producir televisión de calidad, producía Nuevediario, que era uno de los segmentos informativos más importantes que tuvo nuestro país. Y que、eh, era un canal que apostaba a las grandes estrellas y a los institucionales con las grandes estrellas. Romay fue. Todo lo que estuvo bien en nuestra televisión junto con otros, por supuesto, pero Romay era un tipo que además sentía los medios de comunicación como propios. No era un tipo que, mientras el canal funcionaba, estaba fumando una vano en su casa, viendo hacer crecer las acciones de su empresa, sino que era un tipo que estaba en el canal y que, y que gestionaba entrevistas y que hablaba con los actores y negociaba los contratos y se ocupaba de absolutamente todo lo vinculado con el funcionamiento, ya no solamente de las ficciones, sino de los programas periodísticos.、Eh, Romay fue un grande. Totalmente. Romay, un apasionado que no solamente、eh, estaba, o sea, ponía. ¿Hacía programa en i n d o también? Bueno, sí,、eh, con Rottenberg. Pero.、No. Y bueno, y Tiner también siempre estuvo hasta que se murió.、Eh, Daniel Tiner,、eh, no, perdón, el, sí, Daniel se llama, ¿no? El, igual que el hijo, el, el sí, marido. Sí, así que es. Murieron en el 94, ¿no? ¿O el hijo fue el que murió ahí? Bueno. No, tanto、no、detalle no tengo. Bueno, pero a lo que voy claro, es que decís,、eh, zar, Daniel, zar... Daniel Tiner, el, el que fue el marido de, en el 94. Claro, el marido de Mirta murió más o menos en el mismo año que el hijo o, o, o antes. Decís, Daniel Tiner, hijo.、Eh... Más o menos en los 90, yo sé que él sí, pero no sé si el otro también. Daniel, Tín... era como su del... Daniel Tiner, hijo, Daniel 90... Tiner, padre. Padre murió en el 94 y hijo en el 99. Ah, ok, ok. Ah, está bien, está bien, claro. Este, ya estaba en Canal 7, si no me equivoco,、uh -huh. Mirta.、Eh, bueno, nada, este, la verdad que el SAR de la televisión e、eh, s un tipo que era muy respetado porque、eh, estaba, o sea, él hacía que el canal fuera un canal donde había todo el tiempo actores caminando, corriendo de un lado para el otro con, con libretos, donde era un lugar que vos podías ir a audicionar, y esto te lo cuento porque tenía una profesora en teatro musical este, que, que nos contaba lo que, su experiencia en Chance. Que era una ficción como Era como una especie de escuate conmigo, pero ficcionado. Y eran unos chicos que, este, obviamente,、eh, también audicionaban,、eh, cantaban en vivo y contaban como una especie de historia, como dentro de, de, de un canal de televisión, también ficticio, e era parecido a la, a la historia de los chicos vienen cantando, pero en, en adultos, en adolescentes. Y lo que tenía esto es que ella, por ejemplo, me lo, me lo contó, ella entró a audicionar y tipo, le cayó bien a él. Y ya, tipo, o sea, y, y, o sea ella creo que la había comentado. Mira, yo todavía no audicioné, creo que es la primera vez que audiciono, qué sé yo. Y él tuvo la generosidad de incluirla dentro de la gente que, había, que iban a tomar nueva. Y nada, y, o sea, tuvo su primera posibilidad de hacer este, un programa de televisión. Y, y nada, y te contaba eso, cosas que ahora no pasan. Y por los canales ahora están, no te digo vacíos, pero bueno,、eh, digamos, no pasa lo que pasaba antes, que había tantos elencos y, y, y hay tantas producciones. Sí, sí, este, bueno, todos r e c o r d a m bueno, mucha gente recuerda este, la, la superproducción, que a veces uno lo ve y puede ser medio bizarro, pero bueno, así era, este, que había, por ejemplo, en Ricos y Famosos, este,、uh -huh. con esto del casamiento, que de pronto hay una explosión, que, o sea, hay como un montón de cosas que hoy, o sea, no las hacen ni en pedo. O sea, no, que, tipo, no, o sea, y ni hablar de que, por ejemplo, p o n e L, ¿no? e Los diferentes programas y o segmentos de cocina, Eh, de pastelería o de cafetería, lo que quieras que hay en la televisión, hoy en día es del todo, sale de la misma productora. t O t a l m e n a es la misma, la misma hoja, nada más que escrita de diferente manera, pero siempre sale de, de, de la misma idea, básicamente. Nada más que la van no, modificando.、Sí. Por supuesto, y aparte, hay una cosa que me quedó de, la, de, de, la, de los bloques anteriores: es que la televisión,、eh, o sea, lo que sucedió, por ejemplo, en México y en Brasil, que tipo, hasta el día de hoy sigue siendo los dos este, países con más producción de novelas de ficción de Latinoamérica, este, lo que no pasó con Argentina es que、eh, al tener esta devalu devaluación、eh, que, que rompió esa, esa este, estabilidad del dólar, Eh, también cortó un poco la creatividad, o sea, la, mejor dicho, cortó la cantidad de negocios y de producciones que se hacían. O sea, no sé, en los 90, que ellos hacían 100 producciones、eh, por año cada canal, bueno, de, a partir del 2000 al 2010, se, la, se hicieron la mitad, 50, encima con los mismos negocios que ya tenían antes, porque, por ejemplo, no sé, la gente de Cris, durante 10 años siguientes, Desde el 2002 al 2000, bueno, al 2010, o sea, 8 años, Este, tenían los mismos este, Los mismos mercados, i s s m m o que aparte, obviamente, iban este, evolucionando cada vez más, ya te digo, por la cantidad de éxitos que, que han tenido. Este,、sí. Pero digo, a lo que voy es que, por ejemplo,、eh, o sea, del 2000, si ya había po poca producción del 2000 al 2010, del 2011 ahora,、eh, cada vez menos. Y es una、cada、cuestión también de costos.、Sí. Es una cuestión de costos y que la televisión nuestra televisión cambió. ...y Dejó de producir novelas y empezó a producir programas de panelistas. Contando sí, la primera. Sí, pero siempre, siempre en base a lo, obviamente a, lo que, a lo que te es más barato hacer producir por la capacidad que vos tenés: la capacidad de facturar y la capacidad de poder comprar. ...si ¿sí? te hagan Por ejemplo, en los años 90, en la disparidad de uno a uno, Perdón, que justamente no, no, no existía disparidad y había uno a uno, o sea, había en cantidades iguales enlatados y producciones nacionales, ¿sí? Tenías del 100% un 50 y 50, cosas que vinieron de afuera y cosas que se producían acá. En el 2001、Exacto. se empezó a cortar esto de por lo menos de producciones y canales argentinos, de empezar a traer cosas de afuera, o sea, claramente que traían cosas de afuera, pero se empezaron a ver más muchas más producciones propias, porque bueno, En ese momento、eh, el dólar creo que estaba a tres pesos a uno, cuatro a uno, pero bueno, tú podías seguir cobrando, pagando para hacer una ficción a,、eh, a peso. s No tenías como una economía dolarizada en ese momento. l l e v á n d o l a a la actualidad. Entre de, comillas. Y, entre comillas, claro. Llevado a una economía actual y hasta ser de un par de años. En donde la economía de Argentina, si bien vos vas a comprar algo en pesos, el precio que vos vas a pagar está dolarizado. ¿Entendés? Entonces, la diferencia que es que en el 2004-2005 lo que vos p a g a b a s en pesos era por algo cotizado en pesos, a diferencia de hoy que vos p a g a s algo en pesos con una cotización en dólares. Entonces, ahí se te es mucho más difícil porque los costos se te van a la remil mierda y es claramente que con los pocos pesos que tenés, Vas a producir poco, l e h a c e estos canales de, de estos programas de, de panelistas que hablan de actualidad y de puterío, que los inventan ellos encima, q、eh, sí, no t i e n que pagarle o sea, a nadie.、Eh, o estos pequeños enlatados que por ahí los compran en Turquía, que salen realmente dos mangos y que acá es un furor porque es lo único bueno que hay para ver en la tele porque vienen otro lugar. Pero, bueno, ¿estamos seguros de que、y、compran las latas turcas por dos mangos? ¿Cómo? No, no, para,、ah. no, no creo que sean por dos mangos, pero sí por el. No sean por dos mangos, pero claro, pero justamente pasa eso. Pasa que t e l e f u e a va a comprar una novela turca en dólares, ¿sí? Y acá en Argentina te cobra la publicidad en pesos, pero cotizada en dólares. ¿Entendés? Entonces, si, la, si qué sé yo, por, por, por, por decirlo de alguna manera, el costo de un capítulo son 10 mil dólares, ponele. Acá 10 mil dólares, por ahí te lo c o b r a n en, un, en una hora de publicidad. Porque a ellos te cobran por segundo de publicidad y te lo cobran en dólares. Claro. ¿Entendés?、Sí. Según el alcance que tenés, el tipo de marca y el tipo de producto que vas a publicitar en mi canal, que yo tengo el mayor rating de todo el país y el mayor alcance, es que te voy a cobrar. ¿Entendés? Ahí por eso es que a ellos les salen dos mangos. Igual ganar van a no Igual, o sea. También tenemos un problema que antes no había. O sea, en ese momento, cuando, cuando hace, se hace el, la convertibilidad de tres、eh, pesos un dólar, o, o que va, va subiendo, pero muy poquito la inflación, y se convierte en cuatro pesos hasta el 2010, 1 1 todavía sigue habiendo una estabilidad. Creo que era una estabilidad similar a la de los 90, pero con, esta,、eh, con este plus de poder pagar sueldos en pesos, este, pero digamos no. O sea, ya había una devaluación、eh, total, pero no era tan. Eh, fuerte como la de ahora. Por ejemplo, no sé, un sueldo mínimo antes era, no sé, por ahí en dólares era 1000 dólares o 1500 dólares o 2000 dólares y empezó a bajar, tipo 1500, 1000. Ahora, tipo un sueldo mínimo básico es, no sé, 200 dólares o 190 dólares. Entonces, dentro de esa estructura, o sea, dentro de, ese, de, ese, de esa devaluación constante, este, por ejemplo, no sé, durante el 2000-2001, Turner, E、invirtió muchísimo, sobre todo en Argentina. Cartoon vino, vino en el 2002, después de 10 años de tener el, la, la señal latinoamericana, instaló sus oficinas en Argentina y así como hicieron ellos, hicieron otros también. Este, ¿Y en qué momento lo hicieron? En ese momento, donde si bien este, nosotros teníamos una devaluación, para ellos era bueno porque, obviamente, ellos traen los dólares y ya les sale tres empleados nuestros, es uno de ellos. Imagínate ahora, con esa devaluación que sigue creciendo, Este, para estos grandes, estas grandes empresas, sigue siendo más barato contratarnos a nosotros. Lo que sí, por ejemplo, pasa con Telefe es que Telefe siempre fue una empresa mixta entre Grupo Telefónica、claro. de España y Argentina. Entonces,、uh -huh. siempre tuvieron capital extranjero. Claro, o sea, otro exactamente. Tipo, otro tipo de solvencia.、Uh -huh. También, obviamente, tenés que, ven, tenés, también tenés que venderle a ellos todo el tiempo, justificarles, p o r q u é h así e s t a el gasto. Imagínate que tenían mucho más ojo. De, bueno, cuidado a ver con qué se gasta el presupuesto anual. Pero bueno,、claro. también TNT se equivocó con muchos estrenos. Por ejemplo, ellos compraron friends. O sea, ellos compraron amigos. O sea, le estrenaron así, en, así como se escucha ahora en Warner, que vos p o d é s escucharlo en, en latino amigos. también. Amigos. Amigos, exacto. Bueno, y no duró. O sea, estuvo un par de meses y después no. O un mes. Y afuera. Después, por ejemplo, hay una serie、eh. que hace poco compró Dion, el afán que tiene Telefe por, por la compra de series turcas. Que, por ejemplo, hoy por hoy, recordemos que el programa más visto del país es una serie turca que es Doctor Milagro, que es lo más visto hoy por hoy, que reporta unos índices de audiencia, pero increíbles. Así sí, como claro, tiene la su. Esos... de、hoy. ¿Cómo? ¿Cómo? Para la televisión de hoy es, pero pues, un montón. Doctor Milagro para la tele argentina de hoy es, pero de alta calidad si se lo compara con, qué sé yo, ¿qué hay a la misma hora? Está, Intratables, Más Paneles. Hay un programa de la televisión pública que se llama Desiguales, que es de, también periodístico. Después tenés en el 9、eh, Bendita TV. Tenés en el 13 Showmatch. O tenés. c h u m a c h Y tenés a Aguido también. Tenés Guido, a Aguido que, a claro, que a funciona. Igual, pero、bueno. Tenés a g u i d o que、bien. funciona muy bien. Tenés a, ahora la tira de s u a r nueva, la 1.518, que es un,、ah, sí, un, muy, una chotada. Otra bomba. la misma mierda de siempre, diferente olor. Correcto. Y después Tinelli. De todo eso que está a la misma hora, lo que sigue siendo de alta calidad, sin duda alguna, es Doctor Milagro. Pero claramente.、Sí. Y digo. Una turca、no. enlatada. Sí, s í ¿sí? es, es muy tragicómico eso. Pero es que no es tragicómico. Sí, s sí. La, la gente. No, es no, pero tragicómico no es que gane Doctor Milagro. Lo tragicómico, en todo caso, es que nosotros no podemos producir a lo que genere expectativa en la gente. Porque, digo, ¿quién tiene la culpa? ¿La lata que genera un contenido con estándares de calidad o de, o de este lado de la producción no se está haciendo algo que convoque? Digo. Es que, obviamente. Hay, es que ahí tienes dos problemas. Ahí tienes el problema de que, primero. Eh, el interés de la gente se fue a otro lugar, se fue, lu a, se fue a, al interés de los extranjeros, de, de, de, de las plataformas estas de streaming. Se fue,、eh, el interés nuestro incluso hoy está en otro lugar. Y segundo, de que producir algo acá, nacional, es muy difícil, siendo que, lo, de que, de que te lo cotizan en dólares y vos tienes que pagarlo a peso. O sea, te sale d o s e t a veces más cara, imposible, impensado hacer algo g r o s s o Desde acá, a menos que tengas un tanque extranjero como este LFE, e que en realidad todo su capital y su cabeza está afuera, porque viene de y a n q u i l a n d i a porque es Viacom,、eh, de que nada, que te pone en dólares y, y puedes facturar acá、eh, en dólares e ir a comprar afuera en dólares. Es el mismo que tiene esas dos posibilidades y por eso le sale lo mismo. ¿Entendés? Porque de acá lo que te cobra, te lo cobra en dólares y todo lo que compra, lo compra allá afuera. En dólares también, entonces ahí ellos tienen una especie de uno a uno. Sí, por supuesto. Sí, de todas maneras, digamos, las series que hace Suar no se hacen con dos mangos, o sea, por supuesto que,、mm. eh, digamos, lo que hace falta, sigo insistiendo, es una muy buena idea en la televisión. ¿Cuál es la serie que hoy por hoy sigue teniendo fans, que sigue, sobre la cual se siguen pidiendo continuaciones? Eh, que ganó Martín Fierro. ¿Cuál es la serie que se espera que regrese de una forma u otra? Argentina. Con hijos. No, además de <risa> eso. <risa> no, no, no, no. Los simuladores, bueno, hay, hay, obviamente. Muy bien, los simuladores. Hay, hay simuladores. Sí, simuladores. Correcto, los simuladores. Hay, es una serie que hace 20 años que no está en el aire.、Eso、los fans es, de c a s i Ángeles te van a decir c a s i Ángeles. Bueno. O sea, como que tenemos, es, sí, tenemos un team para cada uno. Sí,、digamos. está bien, pero yo me refiero a unitarios. Unitarios exportables. Está bien, c a s i Ángeles también lo he despeído. Me refiero a unitarios. Televisivos d e d i c a d o a un público adolescente, pero especialmente adulto. ¿Qué es lo último que se hizo en ese sentido que genera realmente convocatoria? Los simuladores. Que cierra por todos lados, que le gusta a la mayoría,、eh, que tiene un g u i o n sólido, que, es, que fue barato, que en su momento incluso i v e l s mismos、eh, a ser los mismos actores pusieron plata en su bolsillo para continuar la serie. Los simuladores. Pero de eso pasaron 20 años. No、La、nuevo? serie que se vendió, se vendió a todo el mundo, que se hizo en España, en, España, en México, en Rusia. en Rusia. Igual que Hermanos y Detectives, que también. Hermanos también, y Detectives también, también fue、cifró. Fue alta serie. Lástima que no sé si duró poco porque tuvo. Una temporada no, sola. Porque no tuvo rating o porque estaba pensada que dure 10 capítulos nada más, pero es alta serie. Es un intento de copia de Detective Conan, si es cierto. Pero、eh. si vos m i r á s los capítulos, Pero son geniales. O sea, un guión de la puta madre. Están, están muy buen. Está, está muy bien logrado. Hermano Siete c t i v e s Conan. Es,、claro. una combinación igual, es una combinación de Conan con Malcolm. Recordemos que el <risas> capítulo ese de los simuladores también o sea, tiene como una fijación con Malcolm, porque hay un capítulo de los simuladores que es la escena tal cual copiada de Malcolm, y eso lo podemos hablar con muchas series argentinas, pero bueno, esta es puntual. Ese, esa, ese capítulo donde ayudan al chico a pasar de, de grado, que tipo lo, lo ayudan a machetearse, que baja una hoja. Ay, un, ah, s í Eso s es, í、sí. sí, Hay un capítulo de Malcolm que lo ayudan a Riz, los amigos nerds de Malcolm, a pasar un examen. Y después descubren que en realidad ese profesor, que es un forro, que tipo siempre lo, lo, lo desaprueba. Por más que tipo lo ayudan a hacer trampa, igual el tipo tiene un problema con Reese, que es el hermano de Malcolm. Y bueno, y por eso lo sigue desaprobando. Pero digamos, toda esa escena, esa logística donde entran dos chicos con, una, con un televisor al aula y hay una persona abajo escondida que cambia las hojas. O sea, todo eso tal cual está robado, tal cual. <risa> o sea, d e un capítulo、no、de la s u b t e m p o r a d a de Malcolm. Que yo creo que fue la inspiración, obviamente. De ahí salió otra idea, que era esto de los simuladores, que me pareció buenísimo. Pero, digamos, después también, otra vez incluir un chico genio que en este caso resuelve problemas, crímenes, porque ayuda a su papá en, en, la, en la policía. Obviamente, es una combinación de Conan y de Malcolm, pero que todo, todo viene de ahí, digamos, o s e a como una cosa que es, es. Así como eso te puedo nombrar otros ejemplos también, que son increíbles las copias. O sea, he, he visto. Este, musicales copiados de. No importa, no voy a decir quién, pero digamos, hasta el arte copiado de otros lados, de otros musicales de Broadway, por ejemplo. O sea, hay mucho choreo, la verdad. No voy a decir, yo,、no、voy a decir quién. Yo me río porque porque yo sé, Diego, Diego creo que lo habíamos hablado, me dijiste quién en es. Entiendo que no, que, que no lo puedo decir, pero me da gracia porque estamos hablando de alguien grosso y que al final de cuentas v e s a l g o como medio de, de decir, che, pero esto también se, se vio en otro lugar. Y e s como decir, uff, c o me、sí. o echa un poco el globo. No, y aparte, o sea, cuanto más、eh, conoces el mundo y conoces,、eh, eh, eh, ¿cómo se llama?, este,、eh, musicales y conoces、eh, otras series, empezás a encontrar cosas que vos decís, pero mira, esto lo hizo en tal año tal persona.、Claro. Y, decís, tal cual, tal... y vos decís, ¿qué hijos de puta? O sea, y después nada, son los primeros que, si tenés algún problema legal, qué sé yo, te prohíben de la televisión. Por eso、mm, hay, hay gente que no se la puede nombrar, pero. Por ejemplo, yo ahora estoy haciendo unos blogs de plagios en YouTube o de supuestos plagios en mis años 90. Que ya t e paso lo vendo y pueden entrar. Mañana vamos a mostrar el plagio que es comprobado de los Teletubbies y los Telechobbies en México. Que bueno, eso sucedió porque la BBC le pedía a México la condición de pasar、eh, los Teletubbies sin pauta publicitaria, algo que ellos dijeron no y a, hicieron los propios Teletubbies y después los denunciaron. O sea, hicieron una denuncia de plagio, bueno, bla bla bla. Pero digo, a lo que voy es que acá, por ejemplo, Ha sucedido con una persona muy importante que este, se le hizo, le hizo juicio a otra por hacer una copia, y después vos ves eh, su eh, programa original y ves escenas de. No, no voy a decir lo c u á l Pero bueno. Pero que de un asunto muy importante. ¿Qué? Decir. ¿Qué? qué? Tira pistas mejor. Esperá, Hagamos una cosa. Nos quedan dos minutos de transmisión. ¿Vamos a una pausa y nos tiras pistas sobre eso? Por supuesto. Excelente. La. Se parece, el formato de la serie se parece a La Novicia Rebelde, se parece a.、Eh, se parece a Juiz de v o z a quien es el jefe, se parece, se parece. Se parece a Simona, se parece a. Bueno, no voy a poder decir más nada. <risa> se parece, e s una sitcom que en los noventa se puso muy de moda y que tiene seis temporadas y que estuvo en claro video y、sí. que la pasaban en Telefe y que después se hizo acá, acá también en Argentina. Se lo hizo. Se hizo En off para provocar a esta persona que estaba haciendo una serie parecida. Pues,、ah. ay, le han hecho c a d a c o s a a esta persona que no puedes creer. Bueno, bueno, después de la, después de la Ana, tanda digo, de la canción. No es la que yo pensaba. No, sí, sí, no, no no no no, no, no, no. no lo digan, o、no、lo digan, o、no、lo digan. Vamos una p、no, a No, no,、yo、claro, es、no、como, a decir, pero... che, para, ahora hay, hay un tercero, ahora digo. Hay, hay, hay, lo que pasa es que hay cada historia. Pero bueno. Amigos,、no. vamos a ir a una tanda y después, digo, nos cuenta todo el q u i l o m o legal ese que nos deja intrigados.、Eh, ya venimos. Muy bien. Estamos en Magic Kids FM, por supuesto, hasta las 1500 compartiendo esto y mucho más. Muy buenas tardes a todos. Soy Chucho, conductor de Tito p i z a s ¿Quién género? ¿Quién g a n ó q u i é n g a n ó Y ahora nos vamos. Sí, n o s tenemos que despedir, pero n o seguimos s viendo todos los días. Acá en vivo por el Magic. Muchísimas gracias a todos por lo que están haciendo. Muchas gracias a todos los que están del otro lado. d i s f r ú t e n de esto. Ahora llega Daichi Miura, de la banda sonora de la película Dragon Ball Super Broly del año 2019. Esto es Blizzard. Estamos en el 1125364814 y vos estás en la radio de Magic Kids. A punto de empezar otro bloque para hablar de nuestra infancia y mucho más. Aquí estamos, amigos. Magic Kids FM, crecimos con vos. Magic Kids FM, algo grande para vos. Ahora, Dragon Ball Super Blizzard. Era Daichi Miura, haciendo Blizzard banda sonora de Dragon Ball Super Proli. Ya salió la revista Magic Kids de julio, con más páginas con juegos para que pases unas vacaciones divertidas. Conocí a Natalia y Lionel en el ping-pong de preguntas y respuestas. Más Dragon Ball Z, un informe especial sobre el temible Cell y el gran combate con Gohan. Radiografía, esta vez con el guerrero Guardián Zenki. El suplemento de nivel X te presenta los juegos del 2000 en un informe especial sobre la E3. Además, dos póster gigantes con juegos de tus personajes preferidos. Revista Magic Kids, comprala ya. Su a l u relleno de f u i d Una lluvia de metal los convirtió en. Transmetal. Nuevo Optimus Primal Transmetal con turbo patineta. o p t i m i z a d A Robobestia. Nuevo Megatron Transmetal cola cortante. t e r r o r i z a d A poderosa nave turbohélice. Bestias metalizadas con tres niveles de transformación. Mío, te a t a c a r é con mi mazo, cañón. Nuevos Bizpox t r a n s m e t a l Mucho más que un robot. Ya está en los kioscos el número de junio de Otaku. La r e v i s t a para Otaku. s Los fanáticos del manga y e l anime. s e d i l e en tu kiosco. Algunos、Bien. le dicen sopla joda, otros tiracohetes. También moco de elefante. Pero se llama Peddipum. Prohibido usar en el colectivo. Cuando estás comiendo en el cine y ni se te ocurra en clase. Peddipum en kioscos y jugueterías. Ediciones Colihue te acerca a la única línea cuenta cuentos. Llama al 0600-111-6783 y divertite con las mejores historias. Acordate 0600-111-6783. Suele seguir pistas falsas y caer en las trampas de a r á c h n u d a pero tiene una aliada incondicional: la agente Heller, Gadget Boy, de lunes a viernes a las 10. Claro, en Magic k s Entretenimientos y diversión, Nivel X.、Ah, tenemos todo lo que necesitas saber en materia de computación, las diferentes consolas, sus juegos, los personajes y sus secretos. Para convertirte en un verdadero especialista, Nivel X, el programa creado especialmente para vos. Llegó la hora de jugar y de divertirte a lo grande. Llegó la hora de A jugar con Hugo. Gaby y Hugo te esperan para disfrutar de los diferentes escenarios. El Magic tiene hinchada propia. Super campeones. Lo mejor del fútbol infantil en el segundo torneo. El programa donde están todos los personajes del mundo del anime con informes actualizados para que vos tengas siempre las últimas novedades. El Club del Anime. Continuamos con el mega informe de Evangelion, sus creadores, los personajes, cómo están diseñados,、eh, los mecas y la música. Y además con más capítulos de c i u d a d o s Todo esto y mucho más acá en m a g i c Game. Finalmente son las 2 de la mañana con 2 minutos, y con este tema de fondo de la banda sonora del de videojuego de los Supersónicos para Family Game, abrimos un nuevo bloque aquí en Magic Kids FM donde compartimos todo tipo de nerdencia en vivo para vos. Tenemos habilitado el 1125364814. Tenemos habilitado nuestro chat donde acá nos dice, por ejemplo, Alejandro Mendoza, ¿qué se sabe de Dragon Ball Super con Moro? La última saga, ¿hay capítulos de doblaje? Por ahora nada, solo una película que llegará en el año 2022. Vemos la casilla de mensajes de WhatsApp del 1125364814.、Eh, hola chicos, ¿cómo les va? Me llamo Daniela, vivo en Aedo. Les quiero contar que yo v i e l Magic. Pero, c o n una gira, nunca grabé ninguna cinta. Quisiera volver a ver Ramón Medio en algún lugar. Verlo en tele es imposible, dice acá.、Eh, bueno, siempre está en YouTube. Y seguimos justamente con esta este, aventura de nostalgia con los amigos acá, con Diego Morales, con Hernán Molina y con Matías Salazar. Entonces, yo agarro la pelota, le doy justamente un cabezazo y se la paso directamente a Diego, que la recibe con el pecho. Diego. Bueno, acá, acá la recibí. Eh, bueno, estábamos hablando de、eh, varios temas,、eh, la, el corte pasado, el bloque pasado. Bueno,、eh, yo les voy a contar cuál es la ficción de la cual tomaron muchas ideas y después hicieron grandes éxitos. Y no hay una sola, sino que hay varias, hay un par.、Eh, tampoco voy a decir los canales, pero bueno, son canales líderes o que fueron líderes los que hicieron esas ficciones o que después la compraron y la pasaron. Argentina, pero que tomaron esas ideas. Bueno. La niñera de Fran Drescher, la que todos conocimos en Telefe,、eh, tiene una idea bastante básica, pero que al final, si ustedes tienen el ojo entrenado, se van a dar cuenta que hay muchas ficciones argentinas que después las usaron. De alguna o de otra manera, ¿no? Pero bueno, siempre es la familia rica con una chica que viene de la calle, que no es, este, digamos, no se dedica a ser niñera, pero que de pronto, tipo, pasa a trabajar en la casa de la mansión y no solamente cuida a los hijos o a los hermanos o a los. Niños de la casa, sino que también se enamora de, este, de su jefe. Yo puedo nombrar algunas series, ahora que me estoy recordando, que quizá no son copia directa de la niñera, pero que por supuesto tienen este concepto de esta mujer que encima, o con el plus, ¿no? el plus de que por ahí está buscando a su hija, que eso no está en la niñera, pero que acá también lo han hecho muchas veces. Este, puedo nombrar, por ejemplo. Este, ficciones más, cer más cercanas de los últimos 10 años, este, como Somos Familia, por ejemplo, que al principio Telefe tenía pensado hacer un spin-in-off o un making-off de Grande Pa con esta serie que iba ser, se iba a llamar este, Lo Dijo Papá. Y después, bueno, ellos grabaron 30 capítulos con.、Eh, era casi el mismo elenco, pero la protagonista iba a ser, este, en vez de、eh, esta actriz que hizo de Betty la Fea, iba a ser esta actriz rubia. Que había hecho Naranja y Media, que se, llamaba, se llama este, Verónica Vieira. Grabaron 30 capítulos de Lo Dijo Papá y、eh, bueno, Telefe decidió cambiar.、Eh, ay, bueno, estamos viendo que Hernán tiene problemas con el Zoom. Esperemos que puedas este, solucionarlo pronto. Este, pero bueno, nada, al final terminaron haciendo Somos Familia. Bueno, Somos Familia este,、eh, tiene esta mixtura de、eh, unos chicos que se quedan huérfanos, que tienen dinero. Este, uno, un, eh, un tío de ellos que se hace cargo de, de, de sus hijos y este, una mujer que entra como ama de llaves y que termina en realidad en secreto buscando a su hija. Algo que también vimos en Chiquititas con este, esto de que Lili, por ejemplo, este, en la versión 2006, eh, eh, como es、eh, Jorge Lina Lucis,、eh, entra al hogar, es una empresaria, entra al hogar disfrazada de una prima de ella que no existe, que se llama Lili. Y este, en realidad está ahí en plan de buscar a su hija o su hijo. No sabe ni siquiera si es un nene un nena, o una nena. Este, que hace、eh, o sea, 10 años atrás, su papá decidió sacárselo porque le daba vergüenza que una hija tuviera un, un bebé con, no sé, cualquiera. O, no sé, tipo, a veces en otra época se usaba esto de, bueno, como es el hijo de la sirviente, este, es una vergüenza ¿viste? para las familias estas. Entonces, bueno, hacían eso, usaban esa historia. Pero, por ejemplo, en el caso de este, Somos Familia, tiene una cosa así, que este, es la estructura familiar、eh, de, de los millonarios con este, este complemento de una persona que viene de afuera, que no era niñera o que no era nada, y que de pronto la toman para trabajar mágicamente, sin experiencia, sin nada, porque parece que somos todos este, en la ficción, tipo, como vale todo, y, este, bueno, y termina siendo ¿viste? la mujer del de、eh, el tipo rico. Este, y la mamá de los chicos. Algo que se vio en Muñeca、eh, Brava, por ejemplo. Totalmente. Bueno, pero con Muñeca Brava, con este complemento de que en realidad ella estaba como enamorada de un hermanastro de ella, pero que ellos no lo sabían. Claro. Esto un poco también morbo, muy raro, pero bueno. Sucede este, que en este caso era Facundo Arana. Este, pero es lo mismo, tipo, o sea, es una chica que la sacan del, de, de un convento, de un hogar, este, pues ya t e n a la mayoría de edad, y se la lleva a una familia rica. A Trabajar en, en su casa y resulta que, bueno, esta chica en realidad era este, una hija ilegítima de la familia. Ilegítima de la familia, y bueno, este, nada, desde después este, se empieza a descubrir toda la conexión. Un ejemplo también parecido, María Lalbarrio. Claro, bueno, b、bueno, u en o esta n e ficción que yo no puedo nombrar, hay un guiño a t a l í a Ay, es que es tan, es tan, tan gracioso, porque tipo, cualquiera que sabe se va a dar cuenta. Pero bueno, Eh, nada, hay una cosa así. Pero sí, o sea, este esquema es un esquema muy repetitivo y hay miles de ficciones. Simona también. Simona es este, una chica que, este, que digamos, la, la, como que también, o sea, entra a trabajar como de mucama, pero no era mucama.、No, ella también está, tiene a alguien que está buscando, este, o sea, le está buscando a ella, que es, es su hija, y. Y bueno, nada, y como que se, la, la trama siempre va por ahí. O sea, siempre familia ricos, la chica que entra de, para ser mucama o niñera, y alguien que está buscando este, su paradero, p o r que es su madre. Que por general siempre es esta misma mujer. O sea,、eh, esta chica de Betty la Fea tipo, siempre hizo de la madre que busca a su hijo. Por ejemplo, en esta ficción、eh, peruana-argentina, este.、Eh, ay, no me sale, que la hizo este actor que hace de Simón en Casi Ángeles,、eh, Pablo Martínez. Este, de este chico que lo pierden cuando es bebé y vuelve de grande.、Eh, bueno, nada, también ahí, o sea, se la pasa haciendo de madres que pierde hijos, tipo, <risa> o sea, ahí en Simona, claro, en Somos Familia, tipo, siempre la misma historia, o sea, pero bueno. También ahí te das cuenta c o m o las mismas productoras siempre invierten en lo mismo. O sea, hablábamos en el bloque anterior que acá lo único que vemos es a Tinelli, o bueno, a siempre a los mismos. Pero bueno, más allá de eso, que lamentablemente siempre es así, no, no invierten en nada nuevo,、eh, digamos, van a lo seguro y encima de ellos sí tienen el, se dan el lujo de sí, sacar toda la plata. Porque, por ejemplo, todas las, este, la escenografía de, de, de s h o w Match, la c e n o g r a f í a de Susana Jiménez,、eh, lo que gasta Chris en lo que sea que hace,、eh, o sea, ellos se dan el lujo, o sea, porque saben que, o sea, si no los banca algún,、eh, alguna empresa, tampoco se van a volver pobres por hacer esa inversión. Pero obviamente de algún modo lo, lo recuperan. Este, obviamente lo que está pasando igual este año con Continelli es algo único porque nunca había pasado. Durante todo un año, no te mida, este, no ganes ni 10 puntos de rating, pero bueno,、eh, bueno estamos en otra etapa de la, de la humanidad. Pero lo que h o y es eso, que siempre se, se van a las mismas ideas y esta tiene un poco de origen en eso, en la niñera. Este, obviamente en la niñera hay otras antecesoras.、Eh, en quién es el jefe, Juiz de Vos, que también se hizo acá en Argentina. Con Nicolás Vázquez y j a n e l a Neira este, en Telefe en el a r e o Central también,、eh, reemplazando a la niñera argentina.、Eh, hay un episodio donde、eh, es como una especie de, como de guiño piloto a esta idea de la niñera, que después obviamente lo tomaron y lo hicieron n serie. Pero bueno, hay un montón de ejemplos. Sí, digamos que yo recuerdo un caso donde la, la televisión argentina choreó explícitamente de la televisión norteamericana. Yo me acuerdo de dos casos. Por un lado, una serie llamada Hospital Público que le afanó a r de Emergencias. Y una serie que seguramente muchos se les van a acordar que se, llama, se llamaba Cuatro Amigas, que tenía escenas casi calcadas de. ¿Qué otra serie conocida sobre el sexo de I? Sex and the City. Obvio, claro. Bueno, igual, el mismo caso. Bueno, esto sí lo podemos decir porque es público y porque de hecho hay una anécdota、eh, donde la gente de Sony fue a buscarlo a Gustavo Jangelevich. Pero, o sea, claro, la de Verano del 98. Verano del 98 tiene las primeras escenas calcadas de esta e esta serie c que da el nombre. Dos Ons Creek. Es, bueno, exacto, exacto. Y claro, la gente de Sony o se apareció un día a la oficina de él. Él dijo, bueno, acá me van a meter una demanda, un juicio. <risa> y nada, lo felicitaron. Le dijeron, a d a lo queremos felicitar porque usted tomó una idea acá, nuestra, la dio vuelta, le, le puso música y la hizo como más rentable. O sea, lo hizo más rentable porque. Lo convirtió en una serie diaria, duró tres años, o sea, fue el verano eterno. Así se vendió también en otros países. Verano eterno en vez de verano del 98. Este, pero bueno, nada. En ese caso salió bien, digamos.、Las、otras no las puedo decir, pero vienen por ahí. Pero vienen por ahí. Muy bien. Bueno, ¿qué más nos queda que tenemos por acá en el temario pendiente que teníamos en la lista que nos pasaste? Como para ir avanzando. ¡Uf! Pero una lista larguísima. Estamos hablando de. Bueno, quiero, queremos hablar con Hernán sobre los distintos doblajes de Ramba y Medio. Sí. Este, ya sea la versión de Magic y la versión después de. Bueno, pero no está Hernán. O sí, ya está. a h ya está. Sí, ¿Ya sí, está? sí está, está, está. Bien, bueno, nada. Este, vamos a hablar de, de las diferencias que, sobre todo, bueno, vos lo, lo notaste en las cintas grabadas de Santi, de, de Cartoon y, bueno, y de Magic también que tenés vos. Este, contanos un poco. Contame, contanos, qué, qué, ¿qué viste? Bueno. Básicamente,、eh, bueno, vamos un poco siempre como para en, en, entrar en contexto, ¿no?、Eh, bueno, boom del anime, años 95-2000.、Eh, Teto E Animation trae a, a, a México, ¿no? Para que se doble esta serie, ramo y medio. Eh, quien el, el estudio de doblaje iba a hacer su versión en español es Audio Master 3000, propiedad de Televisa. Pero que si bien、eh, Audio Master 3000 venía haciendo、eh, doblajes de, de dibujos animados, era el primer anime posta, como algo grosso, tipo s i l o r Moon, tipo Caballero Zodíaco. Y Dragon Ball, que se venían doblando en、eh, Intertrack, su competencia, por decirlo de alguna manera, pertenecía a otro grupo de, de medios mexicanos. De medios. ¿sabes? Claro. Eh,、mm. eh, y bueno, este grupo de medios, que era de Televisa, había más de 3.000, era el, el, la primera serie grossa, Ramma. ¿no? Entonces, bueno, empieza a doblarla y claramente se empieza con. Miles de problemas que se encuentra con alguien que recién está arrancando en algo. En, en, en, sí, en algo, justamente. El p r a m a tiene 161 capítulos en el cual se dividió en dos bloques, uno de 80 y otro de 81 capítulos. Creo que en realidad fue 81 y 80. Entonces empiezan a doblar estos primeros、eh, 81 capítulos, creo que dije 81. Empiezan a doblar、eh, estos primeros 81 capítulos. La cuestión es que la empiezan a doblar、eh, desordenada. O sea, el primer capítulo que dobló todo el set de doblaje fue el capítulo, p o n e r l e 15. El segundo capítulo fue el 7. El, el, el segundo fue el. El tercero fue el 50 y pico. Y así, no lo hicieron de una forma ordenada, sino que lo tomaron como un dibujito que venía desde de afuera, que ni ellos mismos estaban entendiendo. Lo que estaban haciendo también me suena familiar. Increíble, s Y empezaron,、sí. a, y empezaron a, a hacer esto, ¿no? Justamente de no entender de dónde venía, que Ralma tenía un hilo y, y no fue como ordenada la eh, eh, La grabación los capítulos para, para doblar. También pasó algo muy interesante que es en el reparto. ¿sí? En el reparto de los actores que se eligieron para darles voces en español a. Akane, Rama,、eh, Ryoga y demás. La cuestión es que、eh, al no pensarlo como una serie, como, como, como un anime, como una serie, justamente, y pensarlo como un dibujito, ¿qué hicieron? Hicieron su versión de, del dibujito que venía de Japón, de Rama y Medio, ¿sí? O sea, creo que Rama y Medio fue como la más víctima, por decirlo de alguna manera, de que se trató como, como, como, como un dibujito más allá del contenido. Eh, erótico que tenía, pero el doblaje no, en el doblaje no se vio eso, se pensó como un dibujito más. ¿Sí? Entonces, hubo esa diferencia, por ejemplo, con el doblaje de, de Sin ir mucho, mucho más lejos, Dragon Ball Z, que fue el anterior grosso, digamos, que tiene una técnica y un profesionalismo de la puta madre, con después Sin Ubiyaya, que bueno, después el、eh, Audio Master evoluciona y tiene, hace un muy, un muy buen laburo. Pero con lo, con lo que respecta con Ranma, Ya teniendo esas como contras,、eh, en el año 98, se, sí, fines del 98, bueno, se estrena el primer capítulo en México, el cual fue bastante exitoso, estuvo bien. Seis meses después llega a Argentina, Sí, llega en marzo del 99, llega acá a Argentina, y bueno, pasó otra vez lo mismo. Magic era como una especie de. Perdón que lo diga así, ¿no? Porque es muy contrariamente a lo que yo pienso, pero es como una nube de pedo, ¿viste? Tipo que estás arriba y no tenés contacto con la realidad ni un, ni un poco. ¿Por、claro. qué? Porque Rama, cuando compraba las、eh, Ranma, perdón, cuando perdón, Maggi compraba l series, s no se ponía investigar de qué trataba la serie. Cuando, la, cuando ponía, se, se p o d í a mirar afuera a ver qué había, qué, qué, qué era lo que p o d í a traer para acá, era lo que resonaba en la zona. Rama, Chile, Rama, México, Rama, Colombia. r a m a a todos、claro. los países de, de, de, de, del continente y también del mundo, ¿no? Pero nunca se puso a mirar qué era lo que traía. ¿Por q u e Después, cuando, se, cuando le llegó Ranma y la empezó a mirar, dijo: La puta madre, todos estos. Pero decían en ese momento, ¿no? Todo esto es depravado, un tipo re pajero que le roba la, la ropa interior a las minas, uno que se transforma en mujer que se tocan las tetas que están en bolas. En ese momento no había como. No había forma. Magic no podía sentarse y decir, bueno, a ver qué es en YouTube, en rama y medio, y ver. No, era、claro. tener una idea de lo que resonaba, comprarlo y ahí ver recién lo, lo que iba a pasar. Porque no podía buscar por internet. De qué se trataba. Podía conseguir un video, sí, pero sí. era bastante difícil, igual. Igual, Entonces, igual, igual. Para, con, con, convengamos si considero que en ese momento, aunque sea un trailer, tenían para mostrar, o un piloto. Obviamente, no te van a mostrar l a escenas de sexo, pero bueno, este, claro, se han encontrado con ese problema y han empezado a churar. Y empezaron,、igual. claro, ahí la empezaron a churar.、Eh, a ver. Esto está avalado por el mismo Jorge Contreras cuando explica que él se tuvo que sentar. No, en realidad pasa, pasaba la serie, Dragon Ball, Dragon Ball, la primera serie. Él pasaba los capítulos sin tocarlos hasta que recibió una denuncia de una mamá que vio algo que no le gustó y él se tuvo que sentar a mirar capítulo por capítulo. Para, para, para, para corregir. Y ahí lo tuvo que empezar a hacer con todas. El chabón diciendo, por una hincha pelota, nos tuve que sentar a ver esto y la puta madre. Me lo dijeron el tipo diciendo eso. Exactamente. Puta madre. Voy a tener que fumarme、sí, sí, sí, sí, sí, 161 sí. capítulos de esto porque una mamá. ¿Por qué no, por qué no seguí bueno, haciendo comentarios periodísticos? Habrá dicho. ¿Por qué no seguí con el periodismo? Claro. ¿Por qué no seguí produciendo Mónica Presenta? La concha de la lora. Claro. Que fue lo que hizo lo que pasó ahora, chicos. O sea, por uno, por algo que se descontextualizó, se sacó la serie. Bueno, en ese momento no se sacó la serie, pero el tipo tuvo que sentarse a mirar capítulo por capítulo para corregir lo que iba a pasar. Y bueno, y después eso vino con, con todo lo demás, ¿no? Con, con, ya sabemos, bueno, con Dragon Ball, con Dragon Ball Z. <clears throat> después con la masacre que, que hizo con Ranma, con Seki n también. Eh, Conan, la verdad, que la, la zafó bastante. Sí. Pero, pero bueno, nada. m a g i c se encontraba con, con esos problemas con Ranma. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hubo con, con, con Cartoon? Que Cartoon Network la pasó nuevamente a Ranma. En el, en, la estrenó el, de jul, el lunes 3 de julio del 2006 a las 1 y 36 de la mañana, me acuerdo perfecto. La pasa, pero con otra versión. ¿Por qué? Porque, como les decía, Ramas había doblado en el Audiomaster 3000, que era propiedad de, México, de, de, de Televisa México, hasta el 2004.、Ah. Ya muchos deben saber, no sé si recuerdan, pero en el, fue en el mismo año que justamente cambiaron las voces Los Simpsons. ¿Por qué? Porque la, la Televisa decide vender audio más de 3.000, no quiere hacer más doblaje y no había quien tome esas series. Perdón, a c o t o el mismo año que Televisa cierra su división Televisa Niños, que es con la que hacía todos los este, éxitos infantiles mexicanos. O sea, Con, con la Cris Morena de allá, que hacían、claro. tipo el diario de Daniela, Cómplices al Rescate, bueno, esos, esos programas que después acá también se vieron. Pero sí, bueno, sí, entonces,、todo. eso quiere decir que hubo varias unidad, unidades de negocio de Televisa que fueron cerrando y quedaron laburos ahí como medios colgados. ¿sí? Bueno, Las que eran para chicos, sobre todo. ¿Cómo? Las que eran para chicos, sobre todo. Las que eran para chicos. Randman en 2005 se hace una remasterización. De la productora Clover Will, si no me equivoco, que ya la, ya, ya la venía、eh, distribuyendo, pero ahí se la apropió 100%、eh, esta productora, y la, la, le da como otro cambio de imagen, porque en RANMA se mandaron un millón de cagadas, como por ejemplo, de los 10 openings y 10 endings que tenía, dejaron uno solo, y ni siquiera respetaron las imágenes originales. Sino que pusieron como partes de cada capítulo y una, y una sola canción cantada. Voy a tirar una polémica, me permiten. Banco más ese opening Frankenstein con todas las es, escenas random que la intro original. Que, me, que Dios me perdone. <risa> más vale. <risa> y yo también, n ¿eh? Que la historia me juzgue. Bueno, es, como, es como, como el、no、opening de Pokémon. Pokémon. No, no, no entendí el comentario no, de Si Santi. Claro,、c、o sea, está el opening de Ranma original. Eh, eh,、sí. el, el, la intro que es la japonesa. Y está la intro está? hecha con todos los cachos de serie. Con la letra、claro. Comic Sans puesta en la intro. Bueno, a mí me gusta más esa Frankenstein con la Comic Sans que la original. ¿Me van a cagar a、ah. sillazos? Sí, pero no me importa. Me b a n c o r e contra grosso el debate. No, a ver, la, la banco. La banco. Pero lo que o y es que Ranma, quizás. A ver, acá Ranma no pegó. Primero, por el tipo de serie, bastante achurada, entonces se p e r d í a un montón el hilo de lo que, del significado de la serie.、Eh, y segundo, porque no, simplemente no, no, no, no pegó tanto. Si vos te pones a pensar en grandes. A ver. ¿Radma llegó al cine? No. Entonces quiere decir que no fue un, como un producto que, que movilizó como Dragon Ball Z, los g a l l o s Zodíaco o Sailor Moon, que fueron sus antecesores. Sí, pero bueno, a, a dado de todas las contras que tenía, agregarle eso, ¿no? De hacer una versión de mierda, o por ejemplo, escuchar durante de los capítulos en el separador que te dice: Ya volvemos con Radma, mitad y mitad, le dicen, ¿viste? O otros errores, por ejemplo, de. Están hablando todos y aparecen a Vicky hablando y no se escucha el audio. Son boludeces que le saca un montón el sentido. Entonces intentan cambiar un poco esto cuando se la venden a Cartoon Network para pasarla otra vez de forma panregional, que hace rato ya se, se había dejado de emitir, pero remasterizada. ¿Qué quiere decir remasterizada? Algo básico, pero lo traemos: que es del máster hacer una mejor versión. Remasterizar. ¿Sí? Entonces ahí vino mejor calidad de audio, mejor calidad de video, indiscutible. De, sí, de se、imagen. nota. Se nota, sí, sí, sí. Hubo, hubo un, un cambio muy g r o s o y agregarle esto de: bueno, a ver, no te pongo todos los openings y no te, conozco, no te pongo todos los endings, pero por lo menos te pongo、eh, la imagen original, pero con el audio、eh, latino, digamos.、Que、igual yo lo super remil banco. Ahora. Sí, sí, sí. Eso pasó con Rarma entre Magic y, y Cartoon. Cartoon la pasó una sola vez, un horario bastante complicado, porque era una y media de la mañana, del u n e s a jueves, pero la pasó prolija, sin censura. Solamente difuminaba cuando, cuando Rarma mostraba alguna teta, pero no hubo censura. Vos le podías seguir el hilo a toda la serie. ¿Pero por qué? Porque la pensó como una serie, como lo que era. Por eso te la mandó, para poder pasarla íntegra y sin censura. Con esa calidad que tenía a la una y media de la mañana, en donde ningún chiquito en realidad podría llegar a verla y estar cubierto para, y, y abacarse r público del anime que, que la quería ver. Pero bueno,、claro. eso pasó con Ranma. Algo nomás que quiero agotar cortito,、eh, que, me, que me pareció también súper c o p a d o es con Inuyasha. Inuyasha es la gran segunda obra de Rumiko Takashi, que es la misma creadora de Ranma, que、eh, llega a México en el año, fines del 99-2000. Cuando se empieza a hacer todo el doblaje, ¿sí?、Eh, perdón, fines del 2000,、eh, del 2000 en realidad,、eh, porque se estrenó en el 2001 acá i n u y a s h、eh, a、claro. Entonces, cuando trae、eh, Toei Animation, trae、um, a México, le dice: Audio más de 3.000, vos vas a hacer i n u y a s h a otra vez con Ranma. Ok, listo, ¿cuánto m e c o b r a s ¿Más barato? Dale, listo. Pero vas a tener ciertas condiciones. La primera condición que le puso, que le puso perdón, Hey, AudioMaster 3000 para hacer el doblaje es nadie que haya trabajado en Ranma, nadie, ni técnicos, ni traductores, ni actores de doblaje, nadie, absolutamente nadie que haya trabajado en Ranma porque te mandaste esta cagada, esta cagada y esta cagada. Con Inuyasha, que es un mega producto, queremos que sigas tal al pie de la letra de nuestras in, in,、eh, instrucciones. Muy interesante, o sea, no, estaba, no iba a estar r o s i Aguirre, no iba a estar、ah, ninguno、sí. de los actores que conocimos sí, de Raznav. Ahí veo que, que, que, que, que, que, que me decís que, o、oh, no sé quién me puso que la trajo su rey. Es verdad que no es de t o y Animation, pero sí es de la misma. ¿Cómo se llama esto? De la misma creadora, ¿no? Es de, es de la misma creadora. Sí, sí, sí, y a de m á s q u e Usaban un estudio,、eh, creo que era el mismo estudio de animación que había animado a Ranma y que había animado a, a i n u y i a y a Entonces, cuando la trajeron para acá, como sabían que habían laburado con Ranma, le dijeron: Ok, esta, por la escalada que te pase con Ranma, que viene del mismo lugar, por decirlo de alguna manera, no. Entonces, sacaron a todos, no querían ninguna Rosy a Aguirre, a ningún Salomón, no sé cuánto se llamaba, el de Ranma,、eh, y en, entre otros personajes. Entonces ahí se ve la calidad de, de dibujo que hizo n u n i a y a ¿Por qué? Porque n u n i a y a tiene un hilo conductor, tiene una historia, tiene una, una, un pensamiento, tiene como mucho enrollo, tiene mucha cabeza. Entonces era que era muy frágil el hilo de equivocarse. Entonces había que haber una cierta profesionalidad que no la demostraron con Ranma. Y es por eso que vemos en n u n i a y a por ejemplo, que respetaron todos los openings y endings, dejaron todos los vamos al corte. Y trataron de hacerla lo más, máximo al fiel, fiel, fiel a lo que trajeron de, de México. ¿Cuál es la única contra? Que、eh, si bien el audio que se tradujo en México fue del japonés, fue, la imagen fue de la edición que, se emitió, que, que, que, que también se, se pasó en, en Yanquilandia. Entonces, ¿qué quiere decir?、Claro. Que cuando llegó acá, si bien llegó en audio japonés, pero llegó eh, eh, censurada en las partes de sangre y eso. Desde el lado de Estados Unidos. O sea, una cagada, porque el guión japonés del audio era el mexicano.、Eh, perdón, era basado en el japonés, pero la imagen no. Ah, por, claro, eso, claro, sí, los sí, en, por eso los créditos estaban en inglés. En Cartoon. No, no, los créditos estaban en.、Eh, ¿Cómo se llama?、Eh, la, la versión de Cartoon estaban los créditos en, en español.、Eh, la única diferencia.、Eh, Fue con la edición en DVD que sí estaban en. en ¿Cómo se llama esto? En inglés. En, claro. j a p o n é s、eh, No, no, no, en inglés, en inglés, perdón. Ah, en inglés.、Eh, claro, sí. Pero, pero bueno, esa fue la única bada con Inuyasha y nada. Y segundo, de que Santi, te voy a, yo sé que te voy a desilusionar, pero acá te, te quiero hacer una confesión de que cambié mi idea y hoy siento que Inuyasha es. Mucho mejor que Ranma, porque tiene otra historia, tiene otra cabeza. Así que mi anime favorito deja de ser Ranma y pasa a ser Inuriaje. Fuerte,、Vamos. igual te diría que son dos cosas diferentes, ¿eh? porque Ranma no deja de ser una comedia, mientras que Inuriaje es una aventura épica que tiene dos millones de capítulos. O sea, para sí, mí Ranma está. Que Ranma es, o sea, se pensó mucho más sencillo, porque Ranma es el pibito que nos anima a confesarle a la piba y la piba se pone histérica y pelea de más del tercero que este que viene, y son historias unitarias. Son como capítulos que p a se a n q u se resuelven, que tienen un inicio y un final en un solo capítulo, pero siempre se basa sobre lo mismo. Y también Uyaya tiene como un hilo conductor en cada capítulo, o sea, cada capítulo es una historia nueva pero conectada con la anterior. Entonces hay una cabeza mucha más,、eh, mucha más eh, insistente en la idea y d e s a r r o l l a d o y evolucionando. Sí, lo que pasa es que、Parece. por eso digo, Inu y Aya yo lo inscribo en la misma onda que, por ejemplo, Dragon Ball Z, t a Bleach, Los Caballeros del Zodíaco, Full Metal a l c h e r Totalmente. Ramo medio para mí e s de s t r en la misma senda que Yamazaki, Shin-chan,、eh, Marmalade Boy, muchas comedias que van en esa dirección. Es como q u e r e r mezclar al Señor de los Anillos con, por ejemplo,. Eh, la pistola desnuda claro,、eh, son nada, muy diferentes.、Claro. El manga, digo, manga de Rama, la verdad, que es, un, es, es más gracioso todavía que la serie. Creo sí, que el doblaje sí, de Rama、sí. fue muy bueno, pese a los deméritos que tuvo, como vos dijiste. Y lo de Inuyasha es soberbio. El doblaje, la serie, el concepto, es todo bueno.、Eh, sinceramente, r u m i k o Takahashi ha hecho、no、me cosas puse, increíbles. Yo me puse, a hacer, me puse a ver otra vez la serie. Esta es la sexta vez que la veo, Inuyasha, más, más que Rama incluso. o p e r Ahora me compré una barra de sonido, pero la cuestión es que lo escuché al mango y los gritos,、eh, las voces, la, los tonos de voces, el, el, el sonido, todo como que me dio una perspectiva totalmente distinta. Y ahí pude ver de que no, che, i n i edad ya tiene mucho más laburo que r a m Qué placer, ¿no? Escuchar Uf, en tan buena calidad un anime que. No,、un、no, no, no. Posta, Posta lo p e r c i b í s de una manera totalmente distinta. O sea, a mí me gusta Inuidaya desde que la pasaban en Cartoon, desde que soy chiquito, siempre la amé, pero hoy le doy como otro valor por cómo la puedo disfrutar hoy, que, que en ese momento no había esa tecnología, entonces no se podía a p r e c i a r de esa manera. En cambio, hoy con toda esta tecnología, de las pantallas gigantes, los colores, el sonido, lo ves desde otro lugar y e c í s ¡pah! ¡Qué mente había ahí! Sí, ¡Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso! Me voy a poner a ver más de chiquititas con la barra de sonido. No, este, no, no pero la bueno, verdad es que. Es No, no, pero, la, pero más allá de eso, también es cierto que lo que es todo producción de televisión profesional,、eh, por más que, por ejemplo, no sé, en los 90 acá no se grababa en HD, pero sí, por ejemplo, ya se grababan estos canales de audio, o sea, distintos canales de audio en un máster, y además también la calidad de imagen también es diferente a la del de h s O sea, vos ves un máster、eh, de, de cualquier programa de Telefe, por ejemplo, de los 90, y si lo amplias mucho, o sea, podrías cortarlo y hacer un masterizado más, y podría pasar por, por HD. O sea, la calidad es muy buena. Entonces, este, obviamente, fue la época de donde todo se privatizó y los canales p u d i e r o n comprar equipos de, de última generación, que antes、claro. estaban atrasados. Pero la calidad también de l sonido, o sea, tenés una buena calidad de sonido.、Eh, o sea, tenés un montón de canales que se usaban después para los doblajes, donde solamente se escuchan los golpes, los, la música, todo eso. Y a mí eso me llamó mucho la atención. Yo creo que antes, en la década del 80, no se hacía acá. No, en Amor. Totalmente, totalmente. Acá ya. Trabajaba así por lo menos a la mitad de los 90 y nada, es alucinante ver las calidades, cómo se ve también y se escucha. Sí, sí. Y algo que quería traer también de, de Magic era como la hasta como pokeposta. Magic,、eh, a ver, es muy contrario ¿no? que yo esté diciendo esto, que soy como hiper fanático. Todo, ustedes, ustedes me conocen que yo esté diciendo todo esto de Magic, pero Magic realmente era con dos mangos, o sea, era con dos pesos, era un Mati, vos, vos lo podés avalar. Era sí, un、sí, reproductor、sí. de Betacam, de Betamax, que, lo, que mandaba la señal y se t e r m i n a la historia. Sí,、no. sí, sí, un, eh, que es más, de hecho, no sé si ellos eran dueños de esa casa, de, de, ese, de esa locación. <risa> Impresionante. Y, y, yo, era una casita ahí en.、Eh, en, Palermo. en ¿Palermo era? ¿Palermo?、Uh -huh. Con dos reproductores de Betacam y, No sé, una habitación con muchas cintas de lo que pasaban y nada más. Y ahí se mandaba al aire, no, no, no, no, no, no. no crean que Machi era. Uf,、eh, no sé, tenía sed, un piso en, ahí en Puerto Madero, compartía torre con el h b c No. O sea, una, o sea, era una habitación con cintas, digamos. Era una habitación con cintas como somos nosotros,、sí. chicos, que ahí en el altillo de Mati、oh. tiene todo el archivo y tiene un montón de VHS y tiene un montón de, de beta ahí y se pone a reproducir y q e era un canal. Básicamente era eso. Y con dos o sea, manos más por ahí a c Básicamente, fue lo que nosotros hicimos en 2016. Fue eso.、Wow. Fue, una fue una reproducción casi fiel a lo que hicimos con el Magic. O sea, era eso. Con la diferencia. El, el claro, con, con no, la perdón, diferencia perdón. de que el Magic tenía, no sé, una torre que hacía enlace con Pramer y ahí Pramer mandaba el satélite. Pero era eso, básicamente. O sea, eso era la zona desde la cual se operaba el canal. Un chabón poniendo tapes. Uno tras de otro, básicamente un operador.、Uh -huh. claro. claro, así es. Increíble. increíble. No, es, es increíble. e s t con Jorge Contreras como, como cabeza de, de programación y de, y, de, y de contenido. Y después e s t á b a el, el, el productor ejecutivo que se encargaba de, de los contratos y demás, que era Leonel d i a c o v e r s k y Ellos dos, y después ponele, tenían dos personas más, ponele con toda la furia, para justamente uno de cero de operador y un, y un ayudante, ponele. Pero Magic recién empezó a s e r más gente cuando estaban los lo, lo, lo programas propios, que ni siquiera los producían ellos, sino que le, le pagaban a la corte. ¿no? Claro, Pero claro, Magic claro. siempre claro. fue con, con dos pesos, y, y eso también como que le daba otra calidad, porque, por ejemplo, la versión que se vio de Dragon Ball Z a de, en, en Magic y después en Cartoon Network, la versión que recibieron los dos canales fueron exactamente la misma. En cambio, si vos la ves, la de, si, si ves la calidad de imagen del Magic con la de l Cartoon, Cartoon e g o le rompe el orto.、Sí. ¿Por qué? Porque tenía guita, tenía tecnología, sabía lo que estaba pasando, entendía cómo tenía que pasarlo, porque te lo pasaba con un efecto medio de serie, c a s i h d te diría,、eh, con una calidad de, de imagen, sonido, como mucho mejor, y además Impresionante. de que. Impresionante, y sabía lo que estaba pasando. Magic te mandaba la publicidad en el mejor momento del capítulo, entonces te la, te la bajaba ya a 10.000. Tenemos la, la, la, los VHS de eso, y Cartoon tenía programado exactamente en el momento exacto donde tenía que mandar la publicidad. Son esas pequeñas c、claro. u p i t a s que te dan totalmente otra apreciación a la serie. No, sí, obviamente también lo, el, el crecimiento, o sea, el origen de cómo empezó Magic y cómo terminó. Es un poco también、eh, habla de, la, de las situaciones económicas, como siempre estamos atados a eso. Y、sí. bueno, según, se, según este, alguien este, entendido de economía que lo, escuché, lo escucho siempre, no sé si lo voy a decir, pero bueno, de, decía que, o sea, del, desde que se inició la, la, el 1 a 1, en el 92, si no me equivoco, 91, 92, hasta el 93, 94, o sea, en, en dos años. Este, seguía como desestabilizada la economía y de pronto se estabilizó y se congeló. A partir de ahí es cuando empiezan a hacer estas señales, que primero empiezan así, como o sea, señales de que solamente pasan series enlatadas, y ya al, al, al año siguiente o al, o al segundo año ya empiezan a ver que el, digamos, la estabilidad de la economía es、eh, buena y empiezan a comprar formatos y empiezan a hacer programas. O sea, que fue lo que pasó con Magic, fue lo que pasó con Utilísima. Bueno, Utilísima en realidad. Primero estaban、eh, al aire, era un programa simplemente, y después se convirtió en, canal, este, en un canal satelital que después lo compró Fox y lo terminó cambiando el nombre. Pero bueno, este, digamos,、eh, ese fue el auge de ese tipo de programas y canales. O sea, con una, con una escalada ascendente y, bueno, y después descendente con todo lo que ya sabemos. Claro. Sí, más allá.、Mm -hmm. Más allá de los enlatados, también hay que tener en cuenta la increíble cantidad de géneros de canales que había. No es que solo había、claro. canales de películas y series. También tenías canal de cocina, tenías TV Quality Educable, que por decirlo así, eran canales de tutorial. Eran canales que te pasaban tutorial de todo. De, de, era de eso. y Era como que en esa época la televisión lo era todo, ¿viste? Y、Totalmente. Todo eso surgió en la convertibilidad, precisamente. Totalmente. En el, en el mundo de fantasías que Argentina jamás iba a poder sostener, porque fue un mundo de fantasías. Y, por eso, y ahí están todas las consecuencias que se vivieron en el, en el 2001. Pero bueno, al margen de eso, lo que yo quiero cerrar es que Magic realmente se pensó con dos pesos. Cuando se pensó para ir afuera, que, se, que pasó en septiembre del 2001, Magic ya, ya venía sabiendo. En abril, mayo, que la empresa dueña de Magic quería expandir todas sus señales a Latinoamérica. Bueno, ahí yo creo que las cosas hubiesen sido diferentes si se hubiesen manejado de una forma u otra. Magic hoy estaría vivo, no. Magic hoy puede volver, no. La historia seguramente hubiese sido diferente.、Eh, pero bueno, acá me mandan un corte. Así que vamos a un corte y enseguida volvemos. <risa> así es. <risa> Ya está en tu kiosco la revista Magic Kids de Abril. Este mes, la guía completa de capítulos de Dragon Ball GT y otras curiosidades que no te puedes perder. Nuevas fichas de los Caballeros Dorados con datos supercopados. Muchísimos más juegos y un álbum de Hugo de regalo. En nivel X, una guía con toda la historia de Donkey Kong 64. No te la pierdas. Búscala ya en los kioscos. Jugá y ganá con los Power Rangers. Llama al 0 6 0 1 1 1 1 2 2 0 Hay premios para los 5 mejores jugadores de la semana. Recordá: 0 6 0 1 1 1 1 2 2 0 Todo está bajo control. Toda la ciudad está custodiada por policía especializada. Robocop, todos los días a las 20:30. Persecuciones e intrigantes aventuras. Acá, en Magic Kids. Ya está en Tu Kiosco el tercer número de Hora Libre. Con todos los personajes del Magic. En el taller de manga, BTX. Los mejores juegos para pensar y divertirte. Y muchos personajes para colorear. Y de regalo, una regla y un bolígrafo con el logo de Hora Libre. La nueva Hora Libre ya te está esperando en tu kiosco. No te la pierdas. Figuritas gigantes Pokémon. ¡Qué grandes son! Las figuritas gigantes de Pokémon y se coleccionan en un fabuloso álbum con polios. Ya están en tu kiosco. Atrapalos ya. La película que batió récords este verano ya salió en video: Dragon Ball Z3, Guerra en los Dos Mundos. La película que escapa tu imaginación. Alcanzar el poder absoluto es la meta y la única salida. Este espectacular video y dos revistas para colorear en una entrega única. Ya está n todos los kioscos, no te la pierdas. En sus trampas, p o s i b i l i z a n al enemigo, Extremodinos. Buen tiro, enemigo congelado. s u m a t e a las aventuras de nuestros prehistóricos amigos. Todos los días a las 18.30, acá, en Magic Kids. ¡Ah! i n t g o n able t h e p o w e to get the p r to t t h to g e r e t t i t a a n I'm not a w t o m o t a o w I'm not a w o m a i not a w t o m o t a o w I'm not a w o m o t a w a n i i not a w t a w o a n t I'm n o n I'm i not a w n o w o o o n くまでも輝く空にお前だけどのせきさをめこせその時まで負けられないさ命にかけて挑んだバトいうベイデススパンダジーよりもかゆめる The s a i t a k n o t r o l I will be there. She's here, w o k t sense, s s e r e peerless, s o w l s e s h e I'm here. You m a t a k to a d a n t it's o t I'm s i e r e i a s i n c a s i I'm s e i a sincere, I'm a sincere, n c e n c e a s i n c a s n c a s i n c e a s c a sincere, i e r e I'm a s r e e a r e I'm a a r e I'm a s i n a r e I'm a s i n a r e I'm a s o u t UP! Q. Y le mando a todos los chicos de Magic Kids un gran saludo y ojalá que se logre su sueño. Les mando un Game Hame Hat. t o ¡No! ¡Espérame! Dos de la mañana, 46 minutos, y acá seguimos en este especial de Magic Kids, ya a poco más de hacer un cierre. Agradecemos a la gente que nos dejó su mensaje en el 11 25 36 48 14, también en el chat. ¿Dónde? En portal2.wordpress.com. Ahí tenemos, por ejemplo, un detalle de Alejandro Mendoza que nos habla de Cero y el dragón mágico. Dice: s e r i e que cambió su doblaje. Es cierto, porque fue un proyecto de Harmony Gold para intentar colar Dragon Ball, pero con un nombre medio falopa. Alejandro Mendoza dice: La Baticueva de Contreras, por el Magic. Amigos, bueno, ya no nos <risa> queda mucho más, ¿no? No, no, ya estamos, pasamos las cuatro horas. Pero igual yo me quedo admirado porque teníamos un temario del doble de cantidad de temas que hicimos. Y, o sea, hicimos cuatro horas. O sea, podríamos hacer un programa diario. Pero bueno, no, no quiero que me maten igual en el equipo. Muy bien.、Eh, nos preguntan por fecha de transmisión.、Eh... Ay, no sé, no sé. Mati, qué sé yo, es muy apresurado pensar en eso.、Mm. Sí, en diciembre.、Madre. No e s t o a n apresurado,、ver. pero. Fines <risa> de diciembre, ¿no? Me huele un especial de Navidad.、Mm, sí, me huele Ay, mucho、eh. fuerte. Me parece、oh. que sí, í ¿eh? e Un especial que no se lo van a olvidar nunca.、Uf. Es, es bueno, ¿no? Es p e c i a l posta a posta, a ¿eh? no, sí, sí, no es nuestro. y es n a Dura, a、eh, Dura. Hay que ver cómo nos manejamos con la grilla para acomodar bien eso. Es algo curioso el... que ni siquiera alguno de ustedes, seguramente, no ustedes, digo, del público, lo habrá visto, seguramente no tienen recuerdo, pero es algo casi inédito que conseguimos. Creo que esto lo conseguiste vos, ¿no, Mati?、Mm. No. Sí,、eh, sí, sí, le, le mando un saludo a, a Lucas Correa, que casualmente también es amigo de l Diego.、Vamos. Hoy estuvo c o n Lucas, hoy estuve con Lucas. pasa es que Lu, eh, bueno, eh, parte de Los Ángeles de Cris durante muchos años. Y bueno, nada, y casualmente tiene un, una, una conocida muy importante que, que tiene estas cosas, este, este archivo. Y bueno, lo, fa lo facilitó a nuestro team para que lo podamos usar. Sí,、Pero、tenemos、bueno. entonces ese especial de Navidad y también queremos comentarles.、Eh... Que, tenemos que encontramos aproximadamente 10、eh, capítulos, entre 10 y 15 capítulos más. Nuevos estrenos serían de A Jugar con Hugo, por decirlo de alguna manera. Muy buen estreno. Que,、no, que, no, que no sabíamos que teníamos, así que yo me di cuenta que los teníamos, n n lo, los t e e los lo revisé. Estaban muy buenos. Les adelanto un poco: son del 97,、eh, de octubre del 97, y luego tenemos. son Eh, los últimos diez programas del ciclo será. Esto se puede, ¿Lo tenemos、vivo. para pasar esto? Esto lo tenemos para pasar. Está acá en la d m i n i s t r a t a que tenemos en casa. Acá nos aplauden. Nos、ah, eh. aplauden, muy bueno. De una.、Uh! Vio otra Gaby, otro programa, otro Magic que, que fue en las últimas, así que eso también no lo vio nunca nadie porque ya el Magic no tenía alcance, así que va a ser algo muy d u r o s s o que vamos a tener para, para pasar. Muy bien. Y después, por supuesto, esperemos llegar con algunas otras sorpresas más, pero, pero bueno, más o menos este, este se a d e l a n t o para todos ustedes, así que esperemos este, vernos ya en diciembre. Exactamente, amigos. Bueno, ¿nos queda algo más entonces? No, no mucho más, por lo menos por ahora. Nos quedó mucho afuera, como suelen decir en la televisión. Casi cuatro horas, tres horas cincuenta y uno de programa.、Eh, cuando subamos esto, van a estar un rato largo para divertirse escuchando todo, ¿no? Hermoso, hermoso, hermoso. Pero bueno, igual le queremos agradecer a toda la gente que sigue conectada, aprendida, como siempre, ya sea que estemos en la radio o estemos en Twitch. O estemos en Bagulite o donde sea, siempre, siempre. Desde hace más de seis, desde hace más de cinco años están siempre ahí. Y no importa la hora que sea, no importa dónde lo estemos haciendo, están igual. Así que nada, muchas gracias a ustedes. Muy bien. Hernán, ¿algún saludo? Nada, aprovechar, obviamente, saludarlos a ustedes, que siempre estamos,、eh, están ahí. Y abriendo estos espacios, estas charlas, para, para que podamos charlar de lo que más nos gusta y apasiona. Así que les mando un saludo primero a ustedes. Obviamente, un beso un abrazo a todos los que nos, los que nos escuchan y a los que nos, que nos ven y se prenden en estos debates que, que para nosotros son formidables. Y nada, un saludo obviamente a todos mis amigos, mi familia, acá a Lucky que, que me está haciendo l aguante hasta, hasta esta hora.、Eh, y nada. Digamos con esto que, que es maravilloso. Diego. La verdad que s、sí. Todo suyo.、Ah, mande los saludos que es ahora o en el podcast que viene. ¿Cuál es el podcast que viene o cuándo? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Ojalá que sea pronto. Porque yo me quedé unas ganas de hablar de tantas cosas. De tantas cosas.、Eh, una acotación que r í a hacer, perdón.、Eh, la dobladora Rosy Aguirre, ¿es la misma que hizo el doblaje de b e l l o t a en Las Chicas Superpoderosas? Sí, la misma. La misma. Claro, bueno,、sí. teníamos un tema de la cultura de cancelación para hablar, porque ella sufrió un, un tema, porque ella dijo que no estaba de acuerdo con el, con el lenguaje inclusivo, y bueno, un par de fans empezaron a escracharla. Este,、eh, pero bueno, nada, eso lo vamos a hablar en el próximo podcast, cuando hablemos de la, de la corrección política, que se está comiendo, se está llevando puesto un montón de cosas y gente. Y me parece que está bueno para hablarlo. Aguante Rosy Aguirre, de acá, tiene el apoyo total de este equipo de trabajo. Aguante Rosy. Obvio. Pero. ¡Llamamos! No, no hay forma de.、No、hay, es muy fácil elegir. Nunca fue tan fácil elegir. Aguante Rosy. Aguante Rosy. Obvio. a g u a n t e Rosy. Mati.、Total. Mati querido, Matías Salazar. ¿Algún saludo? ¿Alguna postilla? Bueno, un saludo a todos aquellos que nos siguieron, nos siguen y nos van a seguir a lo largo de todos estos años con este maravilloso proyecto que día a día se sigue alimentando y retroalimentando.、Eh, a todos los que nos están escuchando, a mi familia que también me está escuchando.、Eh, y bueno, que sigan los éxitos y sigamos para adelante con este proyecto que es maravilloso, es hermoso y que la nostalgia siempre esté presente. Le mando un saludo enorme a Luciano v e l a r d e s que está por ahí un poco descolgado, nuestro, el quinto Beatle de este equipo de Magic, pero que, se, que siempre está. Por supuesto, déle un abrazo muy grande. a estado el señor Hernán Molina, Diego Morales, Mateo Salazar. Mi nombre es Santiago Alonso. Nos reencontramos en el próximo podcast, que será mucho más pronto de lo que ustedes creen. Gracias, totales. c h a u Y nos vamos c o n un cover de s l a y e r s que nunca viene nada mal. Chao, gracias. Vamos. どうしてもあなたがいること s 知 a s い a ことを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っている r とを知っていることを知って se ことを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っていることを知っているこ l を知っていることを知っている。